Monumentos de la antigüedad alineados minuciosamente con fenómenos celestiales. La historia esculpida en la roca honrando a gobernantes de otros mundos. Y un calendario que predice con exactitud los cambios en el eje de la tierra cada 26.000 años. ¿Llegaron a crear los mayas en Centroamérica una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad? ¿O acaso su inteligencia tenía su origen en alguna otra parte? Quizá fuera de este mundo. No tenían metales ni electricidad, pero sí tenían una mitología, una lengua y una cultura religiosa avanzadas. Comprendían la astronomía a un nivel inimaginable. Más que cualquiera de las sociedades de la época. Los mayas estaban absolutamente convencidos de que las fechas eran decisivas porque los dioses iban a regresar. El sarcófago de Pakal el Grande era su nave espacial. Fue el primer hombre cohete. Millones de personas de todo el mundo creen que los extraterrestres nos visitaron en el pasado. Y si fue r a cierto, ¿determinaron nuestra historia los extraterrestres de la antigüedad? En ese caso, ¿planearon el ascenso y la caída de la civilización maya? La conspiración de los mayas. Sur de México. Rodeadas de frondosos bosques, a los pies de la sierra de Túmbala, se encuentran las ruinas de la antigua ciudad maya de Palenque. Fundada en el año 1800 a.C. Palenque fue uno de los principales núcleos de población de la civilización maya, que dominó Centroamérica durante casi dos mil años. Sin herramientas de metal, ni la rueda, ni animales de carga, los mayas erigieron ciudades como Palenque. A lo largo y ancho de una extensa región con una increíble precisión arquitectónica. Se conservan varios textos dentro del mundo maya que mencionan cuatro ciudades asociadas con puntos cardinales. Palenque se menciona en esos textos como la capital occidental del mundo maya. La meridional era Copán, la oriental era Tikal y la septentrional era c a l a k m u r Lo que resulta más impresionante es que fueran capaces de levantar una civilización en medio de la jungla. En la selva, la capa vegetal es muy delgada, y es asombroso que fueran capaces de aprovecharla con una población tan numerosa, 20 o 30 veces la población actual del lugar. Considerada por los expertos una de las civilizaciones más sofisticadas y complejas de la antigüedad, entre los logros de los mayas se encuentran numerosos adelantos científicos en agricultura, ingeniería y astronomía. No tuvieron muchos adelantos que pudieran considerarse símbolos del progreso, pero sí que tenían una mitología, una lengua y una cultura religiosa avanzadas. El yacimiento de Palenque sigue aún sin haberse excavado en su totalidad. Se calcula que los arqueólogos tan solo han sacado a la luz un 10% de la ciudad. El acueducto de Palenque era muy sofisticado y los mayas llegaron a tener agua a presión trasvasándola por acequias desde el río principal. Todas las ciudades mayas tenían canchas de pelota donde practicaban un juego celestial en el que los jugadores golpeaban una pelota de goma que hacían pasar por un aro de piedra o madera. Y se piensa que se trata de una representación de las alineaciones del sol. Al observar las diferentes culturas de la antigüedad, tanto si son los babilonios como los egipcios o los mayas, uno llega a la conclusión de que el pueblo más avanzado era el de los mayas. Según los principales historiadores, las grandes ciudades mayas fueron abandonadas en el siglo IX y el pueblo maya desapareció. ¿Pero por qué? Hay quien basa la desaparición de los mayas en las guerras, la sobrepoblación y las sequías. Pero, ¿y si los mayas hubieran dejado pistas que sugirieran que tanto su origen como su destino habría sido planeado por fuerzas de otro mundo? 1952. El arqueólogo Alberto r o d h l o u l i e c descubre la tumba del rey Pakal. Que gobernó en la ciudad maya de Palenque entre el año 615 y el 683. Durante su reinado de casi siete décadas, p a k a l transformó Palenque a la vez que creó algunos de los monumentos e inscripciones más importantes de la civilización maya. La ciudad de Palenque fue arrasada por el gobernante de c a l a k m u l Fue una auténtica tragedia para la ciudad. Y fue el desencadenante de que Hanab Bakal fuera coronado rey a una edad muy temprana y tomara las riendas de una ciudad destruida que acabaría convirtiéndose en una de las principales ciudades del último periodo. Detrás de mí se encuentra el famoso Templo de las Inscripciones, quizá la pirámide más famosa del mundo m a y a En 1948, el arqueólogo franco-mexicano Alberto Ruth Luis Liu inició las excavaciones en lo alto del Templo de las Inscripciones. Lo que encontró fue la famosa escalera que conduce a las profundidades de la pirámide. Sin embargo, se encontraba completamente llena de escombros.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 La lápida del sepulcro de Pacal el Grande ha suscitado una gran polémica. Los principales expertos aseguran que en ella se representa el viaje al inframundo. Pero los defensores de la teoría de los antiguos astronautas aseguran que el rey aparece retratado a los mandos de una nave espacial, de ahí que lo denominen el astronauta de Palenque. パーティーク・パーティーク・パーティーク・パーティーク・パーティーク・パーティーティーク・パーティーィーク・パーテパーティパティーク・パーティーク・パーティーク・パーティーク・パーティーク・ク・パーティーク・パーティーク・パーティパーティーク・パーティーク・パーティーク・パパーティーク・パーテ Se encuentra en una postura que adoptan los astronautas de hoy en día durante el despegue. Aquí aparece manipulando unos mandos. Cuenta con un aparato de respiración o algún tipo de telescopio delante de la cara. Está accionando algún tipo de pedal con los pies. Y aquí abajo tenemos lo que parece ser un tubo de escape en llamas. En el año 2011, el maquetista Paul Francis realizó una réplica en tres dimensiones del misterioso b a j o r e l i e v e de la lápida del sarcófago del rey p a c a l Cuando lo vi, dije al instante: Ese tipo está en una cápsula espacial. No es necesario que me lo expliquéis, no tengo que averiguar nada, salta a la vista. Se esculpió hace muchos, muchos años. Creo que es algo francamente extraordinario, porque se trata de una de las piezas. Más concluyentes de la teoría de los antiguos astronautas. Para mí es un sueño hecho realidad ver a p a k a l al fin, en una escultura tridimensional. Durante mucho tiempo, hemos asegurado que lo que aparece en la lápida de p a k a l no es algo simbólico, sino que fue algo que vio o que le contaron al escultor y posteriormente intentó recrear sobre un bloque de piedra. Me encanta el detalle de la hoja. Me encanta que en la base de la lápida de Palenque se vea algo como si estuviera en llamas. Parece que sea fuego. Exacto. He hecho mi propia interpretación y he puesto motores acampanados en lugar de las llamas. Por supuesto. Pero se trata de la fase de propulsión. También me encantan los detalles de lo que tiene debajo del pie derecho, que descansa sobre un pedestal, tal y como se ve en la lápida de Palenque. Y cómo manipula una especie de mandos. Y también esta especie de aparato de respiración que tiene colocado en la nariz. El aparato de respiración es una pieza bastante ingeniosa. Se llama el donante de vida. El alma se canaliza a través de él. Y el donante de vida creo que sería el aire. Respiramos aire y se trata de una persona que necesita esa máscara para sobrevivir. Porque, ¿dónde se encuentra? En el espacio exterior. ¿Podría el b a j o r e l i e v e de la lápida del sepulcro del rey Pakal ser la confirmación de la complicidad entre los gobernantes mayas y las fuerzas extraterrestres, tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? Quizás se puedan hallar más pruebas esculpidas en piedra a lo largo y ancho de Mesoamérica. El Palacio de Palenque. Descubierto a finales del siglo XVIII por exploradores españoles, se trata de uno de los mayores complejos residenciales hallados en esta ciudad. Los investigadores creen que se levantó una torre de cuatro plantas en el centro del palacio para que los reyes y sacerdotes mayas pudieran observar los movimientos celestes del sol y las estrellas. Este es el palacio principal de Palenque, y una de las características más inusuales es precisamente este observatorio: una torre enorme para ver las estrellas. Por todo el palacio hay unas extrañas ventanas con forma de T que han desconcertado a los arqueólogos durante siglos. Se cree que q u i z á representaran al dios del viento, pero también sería posible que estas ventanas con forma de T estuvieran apuntando al cielo. ¿Qué buscaban los gobernantes de Palenque? La torre del palacio de Palenque. Tan solo es uno de los diversos observatorios espaciales que se construyeron a lo largo y ancho de los territorios mayas. Sus prácticas astronómicas se basaban en la observación, de ahí que el diseño y la construcción de muchos de sus edificios se preocuparan de crear las líneas de visión adecuadas, de crear atalayas desde las que ver y anotar los sucesos astronómicos más importantes. Vemos que los templos se alinearon con momentos específicos en el tiempo, y los equinoccios y los s o l s t i c i o s son los más importantes. Se mire por donde se mire, salta a la vista que aplicaron a estos monumentos sus conocimientos astronómicos. Las plazas eran grandes espacios en los que la gente se reunía y veneraba cada época del año. Estos lugares se alinearon en tiempos inmemoriales y se emplearon cientos y cientos de años para realizar estas observaciones. ¿Pero qué? ¿O quizás a quién? Buscaban los mayas en el cielo. Según los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, la respuesta se encuentra esculpida en la piedra. En Quiriguá, en Guatemala, hay un parque nacional en el que encontramos esculturas zoomorfas, rocas gigantes esculpidas con formas de distintos animales. Algunas representan cocodrilos, otras representan tortugas. Pero a la vez, estos relieves nos recuerdan a algo de naturaleza artificial. Es más, hay una roca en la que se ve básicamente a un hombre dentro de una especie de cabina de mando. ¿Y si en el fondo se tratara de la interpretación que hizo el escultor de algo que no comprendían, porque su marco de referencia tecnológico estaba menos adelantado que el marco de referencia tecnológico que tenemos hoy en día? En el actual estado mexicano de Tabasco, a orillas del Golfo de México, se encuentran las ruinas del centro ceremonial de la venta. Aquí, en 1862, los buscadores de petróleo encontraron cuatro grandes cabezas de piedra en la zona olmeca de Mesoamérica. Desde entonces, Los arqueólogos han desenterrado otras 13 esculturas similares, esculpidas aproximadamente en el año 850 a.C. Conocidas como las cabezas colosales, los expertos creen que representan a los Olmecas, una civilización antigua que muchos consideran los antepasados de los Mayas. Uno de los aspectos más sorprendentes del arte y la arqueología olmeca son estas cabezas colosales. Una de las hipótesis que se barajan es que se tratan de los bustos de gobernantes importantes, reyes, sacerdotes, la gente importante de la sociedad. Pero los defensores de la teoría de los antiguos astronautas discrepan. Esas misteriosas estatuas serían una prueba de la intervención extraterrestre en el pasado remoto. Se encontraron cabezas de piedra de grandes proporciones en la zona olmeca, de una factura preciosa, pero enterradas de forma ritual. Uno se pregunta: ¿de qué se trata? ¿Serán las cabezas de gobernantes o sacerdotes? O quizá eran extraterrestres, que querían retratar debido a lo inusual de sus r a s g o s faciales. De、esos tipos solían llevar cascos extraños y parecían ser extranjeros. Parecían provenir de África o de Oriente Medio o de regiones remotas. ¿Y qué hacían en Centroamérica? ¿De dónde salía esa mezcla de distintos grupos raciales? ¿Quizá acompañaban los dioses del cielo? ¿Quizá también fueran extraterrestres? Hay una estatua en la que se ve claramente a un Olmeca que lleva una especie de traje de piloto. Para mí representa a una persona de África que ha visitado Centroamérica enfundado en una especie de traje de piloto y con algún tipo de aparato. Las piernas se asemejan a las de un astronauta moderno y también lleva una especie de soporte vital colocado debajo del pecho. Tiene seis alas. Y la cabeza está claramente resguardada con un casquete similar al de los astronautas de hoy en día. Lo que tenemos aquí, en mi opinión, es ni más ni menos que representaciones de encuentros con extraterrestres hace cientos y sí, incluso miles de años. Hay numerosas pruebas que vinculan a los mayas y a los olmecas con seres extraterrestres. Las hay en la venta con diversos olmecas llevando máscaras extrañas. También en Tikal, donde llevan una especie de cascos espaciales con respiradores. También hay seres voladores que aparecen suspendidos en el aire sobre determinados objetos y cosas por el estilo dentro del mundo maya. Se trata de los hombres p á j a r o la gente que podía volar. Pero, ¿las esculturas son realmente la prueba definitiva de que los mayas tuvieron contacto con los viajeros de las estrellas, tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? Quizá otras pruebas revelen un hecho aún más impactante: que precisamente algunos de los soberanos mayas tuvieran un origen fuera de este mundo. Centroamérica. Aquí, al oeste de Honduras, se encuentran las impresionantes ruinas de la ciudad maya de Copán. Y aunque los templos y monumentos de Copán se encuentran entre los más importantes de los territorios mayas, los investigadores se siguen intentando explicar cómo fueron capaces de levantar los 72 peldaños de una estructura que se conoce como la escalinata de los jeroglíficos. La escalinata de los jeroglíficos de Copán se construyó a principios del siglo VIII. Con la intención de dejar por escrito la historia de Copán de la época. Se diseñó como un monumento público para honrar la gloria y los méritos de todos los reyes, desde Yash-Ukmo k hasta el XIII, que fue el que encargó su construcción. Tallados en las 1200 piedras que componen este descomunal monumento, los símbolos mayas conocidos como glifos constituyen lo que los historiadores consideran uno de los sistemas de escritura más antiguos y complejos que se conoce. Sin embargo, durante siglos, los glifos que se hallaron a lo largo y ancho de Mesoamérica eran descifrables. Hasta que en 1880. El bibliotecario y antropólogo alemán Ernst Forsmann descifró el código. Ernst Forsmann era bibliotecario en Dresde. En su despacho guardaba uno de los cuatro libros mayas, el Códice de Dresde. Era un matemático brillante y extremadamente lógico y perspicaz. Y en un momento en el que nadie sabía leer ni un solo jeroglífico maya, él fue capaz de descifrar la caligrafía maya. La escritura jeroglífica maya es muy sólida, porque usa dos componentes. Por un lado están los logogramas, que son dibujos que representan palabras completas, como por ejemplo, balam, que significa jaguar, y que podía escribirse tan solo con la cabeza de un jaguar. Por otro lado, tenemos los complementos fonéticos, que se trataría de glifos, de imágenes que representan sonidos. Según algunas interpretaciones de la escalinata de los jeroglíficos, Los glifos no solo relatan la historia, sino también el origen de los gobernantes mayas. Los jeroglíficos estaban intrínsecamente ligados a lo que la realeza consideraba importante en aquella época, es decir, al linaje y a las genealogías reales. Hicieron todo lo posible para demostrar cómo estaban conectados con sus antepasados y los dioses de sus antepasados para legitimar su derecho al trono. Esta es la fotografía que tomé en primer plano de una escultura de Huachaclajun Uba Kawil, el decimotercer gobernante de Copán. Aparece representado de frente en todo su esplendor. El autor de la escultura colocó un pasaje en jeroglíficos que no creemos que los plebeyos supieran leer, pero sí, en cambio, las élites y el rey. Así que tanto él como cualquier miembro de las élites, Podría acercarse e impresionar al pueblo diciendo que esto demuestra la condición de semidios de nuestro rey y que su poder intercede entre nosotros y los cielos. Pero ¿dónde radicaba el verdadero origen del poder y la autoridad de los sacerdotes y reyes mayas? ¿Acaso los jeroglíficos mayas revelan una realidad procedente de otro mundo? Tal y como aseguraban los propios mayas? Los defensores de la teoría de los antiguos astronautas creen que la respuesta es sí. Lo que deberíamos plantearnos hoy en día es cuál es el verdadero origen del sacerdocio. Y el origen se encuentra ni más ni menos en la conspiración inicial de los sacerdotes. Todos estaban en contacto con los extraterrestres y por eso los veneraban. Nuestros antepasados creían que eran dioses porque no comprendían los principios básicos de aquellas visitas. Sin embargo, cuando estuvo en marcha, se malinterpretó y pasó a ser una manera de mantener a raya a la gente corriente. Al principio, los grandes gobernantes eran dioses, auténticos descendientes del cielo, extraterrestres. Pero después, los sacerdotes y los reyes tomaron los nombres de los antepasados, de modo que llevaron a cabo una especie de conspiración en secreto. La gente normal les haría ofrendas, les daría oro, todo tipo de regalos, etc., é tal e r t a y como hacían hace siglos ante los dioses reales. Fue un tipo de conspiración entre los sacerdotes y los reyes. Los jeroglíficos mayas, en concreto, dicen que los mayas estaban absolutamente convencidos de la existencia de seres de otros mundos, y que dichos seres se manifiestan de manera regular en los momentos predeterminados. Quizás se encuentren más pruebas de la creencia maya en los seres extraterrestres en sus rituales diarios de sacrificios humanos. Los estudiantes creen que las ofrendas de sangre se entendían como un acto de devoción hacia los gobernantes mayas, que daban por hecho que eran descendientes de los dioses. Sabemos que los mayas practicaban sacrificios de sangre porque todavía lo hacían cuando llegaron los españoles. Tenemos imágenes en murales, en vasijas y en esculturas que muestran gente dejando su propia sangre y sacrificando a los demás. Los mayas tenían un panteón complejo en el que figuraban los dioses del cielo, y los gobernantes se suponía que eran descendientes de esos dioses. Y creían que los dioses les exigían sacrificios, y que su sangre, la sangre de sus reyes, era el sacrificio ideal para los dioses. Después los mayas empezaron a hacer prisioneros, sobre todo prisioneros reales, y los ejecutaban. Y empleaban su sangre como regalo para los dioses. A los mayas les preocupaba sobre todo que los dioses j a g u a r llegaran a la tierra y los hubieran enseñado, ya que a cambio tenían que realizar sacrificios ante los dioses j a g u a r en particular sacrificios del corazón. Vemos a cientos o quizás miles de personas siendo arrastradas a las pirámides y luego s a c r i f i c a r l a s Sin duda, se cree firmemente que los mayas necesitaban la intervención divina y creían que sacrificar seres humanos les iba a devolver a los dioses. Es muy posible que esta civilización, tan culta como parecía ser, también era bastante bárbara. Y esa podía haber sido la manera de intentar ofrecer algo a los dioses. Los sacrificios de sangre no eran más que un acto de desesperación para provocar el regreso de los extraterrestres. Porque hay algo más que evidente. En todas y cada una de las culturas de la antigüedad está presente la promesa del regreso en un futuro de los dioses. El sacrificio de sangre era algo que los humanos hacíamos porque no entendíamos que estábamos tratando ni más ni menos con viajeros espaciales de carne y hueso en lugar de dioses. Pero, ¿por qué creían los mayas que tenían lazos de sangre con los dioses? ¿Podría haber pruebas dentro de su ADN que establecieran un vínculo entre el linaje de los reyes mayas y seres de otros mundos, tal y como consideran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? Y en ese caso, ¿sería posible que visitantes de otros planetas se hubieran quedado y hubieran asumido el papel de reyes mayas? s Quizás se encuentre una respuesta, pero no examinando las ruinas de los mayas, sino estudiando sus mitos de la creación. Chicago, Illinois. En este lugar, en la biblioteca de Newberry, se guarda el manuscrito maya conocido como Popol Vuh. Traducido literalmente como el libro del pueblo, Se trata de una colección de relatos transmitidos de manera oral durante generaciones. Escrito a mediados del siglo XVI, este libro increíble trata diversos temas, entre ellos, los mitos mayas de la creación. El Popol v u h habla de la creación del universo. Habla del hecho de que al principio todo eran tinieblas y había un mar primordial. Entonces los creadores, hombre y mujer, pronunciaron la palabra, y con la palabra se creó la tierra, así como los animales. Vendría a ser una combinación del Génesis y del libro de las crónicas de la Biblia. Relata las batallas entre los dioses y después vincula la creación del mundo con el presente a través de los reyes Kiché. Se trata de la única versión íntegra del mito maya de la creación que se conserva. Lo que decía era que se había creado un marco, que determinadas deidades se habían manifestado físicamente y tomaron decisiones sobre lo que iba a suceder. En el caso de los mayas, fue la elección de dónde iban a acabar viviendo, además de la elección de determinados lugares sagrados. En la antigüedad. Existieron numerosos mitos similares en los que seres de otros mundos llegaban a la Tierra e interactuaban con algunos de los primeros humanos. La mayoría de los historiadores consideran que estos relatos tan solo representan creencias religiosas y espirituales. Pero, ¿sería posible, tal y como creen los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, que el Popol v u h además de una recopilación de relatos de la antigüedad, fuera la prueba palpable del contacto con los extraterrestres en el pasado remoto? Según las traducciones de los jeroglíficos hallados en numerosas ciudades mayas, Cuculcán, la gran serpiente emplumada, era el dios que les llevó el conocimiento a los mayas. Cuando hablamos de los dioses mayas, sabemos que para ellos el más importante de todos era la serpiente emplumada, k u k u l c á n Su imagen se encuentra a lo largo y ancho del mundo maya, en grandes figuras talladas sobre la piedra. k u k u l c á n suele representarse como una serpiente emplumada, lo que algunos interpretarían como un dragón o una serpiente alada, y lo que lleva a deducir que podría haber descendido del cielo. Los mayas vivían en la jungla. Sabían que las serpientes no volaban, pero esta serpiente sí que podía. Los relatos mayas más antiguos cuentan que Cuculcán fue el maestro de jóvenes mayas. Había escogido a ocho chicos, de edades comprendidas entre los 7 y los 12 años, y les había enseñado matemáticas, astronomía y todo tipo de ciencias. Y después k u k u l c a n desapareció con la promesa de que regresaría en un futuro lejano. Esos chicos se convirtieron en los primeros sacerdotes y los primeros maestros de los mayas. Algunas leyendas cuentan que apareció en la costa del Golfo en una balsa de serpientes y difundió sus conocimientos en esa región del país. Aún hoy, en algunas de las culturas mayas, se sigue venerando como el gran dios que trajo todas las enseñanzas y la civilización a este rincón del mundo. Y sin embargo, nadie sabe quién fue ni de dónde llegó. Curiosamente, existen representaciones de una serpiente alada divina por todo el mundo durante la antigüedad. En la India, el relato épico Mahabharata detalla la presencia de seres del cielo denominados nagas desde tiempos remotos. Datados hasta 2500 años antes de Cristo, estas entidades, mitad hombre, y mitad serpiente, parecen prácticamente idénticas al cuculcán de los mayas. En la mitología china del siglo V antes de Cristo, Describe a dragones voladores que eran inquietantemente parecidos al dios serpiente representado en Mesoamérica. Los pueblos que precedieron a los incas en Perú representaron ideas similares en personajes como q u e t z a l c ó a t l la serpiente emplumada que les trajo la sabiduría. En ocasiones se dice que bajó del mundo del cielo y les proporcionó los principios de la civilización a los pueblos de Centroamérica. Hay un hilo común entre diferentes culturas de la antigüedad en las Américas: la divinidad de la serpiente emplumada. Los cheroquis, por ejemplo, creen que el tiempo, su calendario, se basa en una serpiente de cascabel que ven en el cielo nocturno. Quizá una constelación. Así que la idea de la serpiente o del dragón es común en diversas culturas y no s o l o entre los mayas y los mesoamericanos. La serpiente proporciona la sabiduría en varias culturas, proporciona las herramientas de la civilización, el trabajo con los metales o con los instrumentos, determinado conocimiento. Determinados aspectos de la vida que son transmitidos a un grupo determinado de personas que se sitúan en una posición social que les permite transmitirlos al resto de su cultura. Todas estas culturas estaban muy separadas las unas de las otras, en ocasiones por miles y miles de kilómetros. Entonces, ¿cómo es posible que todas esas sociedades se encontraran con historias no ya similares, sino idénticas? ¿Se trataba de auténticas serpientes voladoras o dioses con formas de serpientes? Por supuesto que no. Se trataba de tecnología que no alcanzaban a comprender. En algún tipo de vehículos que vieron cómo descendían del cielo y del que salían personas, astronautas, que instruyeron a gente de diferentes culturas y diferentes sociedades en determinadas disciplinas científicas. No es una mera coincidencia. Es la prueba de los encuentros con extraterrestres en la antigüedad. No hay otra respuesta. ¿Podrían interpretarse los mitos de la creación y las leyendas de serpientes voladoras divinas como pruebas de la existencia de visitantes extraterrestres, tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? Y en ese caso. ¿Les proporcionarían esos viajeros celestiales a los mayas las herramientas y el conocimiento necesarios para que su civilización evolucionara? Quizás se encuentren más pruebas si nos fijamos en la profunda conexión de los mayas con las estrellas. En el estado mexicano de Yucatán se encuentran las ruinas de la ciudad maya de Chichen Itza. Aquí, en el siglo X, los m a y a s construyeron lo que se conoce como el Observatorio del Caracol. Tiene cuatro puertas en la base que pueden usarse como puntos de observación y tenía numerosas ventanas en lo alto. Aunque la mayoría se han venido abajo, solo quedan en pie un par de ellas. Pero si nos fijamos, vemos que están orientadas al sol, probablemente hacia la l u n a Existen indicios de que podrían haberse usado para observar las estrellas y los planetas. Seguían especialmente a Venus, las fases de la Luna, los eclipses, lo sabemos porque ha quedado constancia en los libros. La mayoría de los investigadores coinciden en que entre el año 250 y el 900 d.C., e de s s p u é r i s t o los mayas fueron los astrónomos más avanzados de su tiempo. Pero, ¿por qué observaban el cosmos con tanta devoción y qué podrían estar buscando? Los mayas eran muy sofisticados en lo que se refiere a lo que observaban en los cielos y en los calendarios que determinaban. La habilidad para comprender que Venus era tanto el lucero del alba como el lucero vespertino ha sido algo muy poco frecuente en la historia de la humanidad. Normalmente se concebían como dos entidades distintas. La idea de que pudieran predecir los ciclos de los cielos era un indicador de su grado de sofisticación. Los mayas eran uno de los pocos pueblos de la antigüedad que inventaron un sistema matemático como el actual, basado en el valor de posición y el cero. El uso del valor de posición y el cero permite realizar cálculos enormes, cifras muy, muy altas. Podían calcular cosas que habían sucedido miles de años atrás. Desarrollaron los mayas ese dominio de la astronomía y las matemáticas por su propia cuenta, o quizá, tal y como creen los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, las élites gobernantes de los mayas recibieron ayuda de los viajeros de las estrellas. Los mayas, por ejemplo, sabían que el planeta Venus rodeaba nuestro sistema solar con tal grado de precisión que cada 6.000 años se producía una diferencia de escasas horas. Ni siquiera los mayas habían existido durante 6.000 años, así que no tuvieron tiempo físico. 6.000 años para observar si sus cálculos sobre la rotación de Venus eran correctos o no, porque habían recibido la información de sus dioses. Los mayas no pudieron haber desarrollado esos sistemas por su propia cuenta, porque habrían tenido que dedicar decenas de miles de años a la observación. Así que es evidente que se los proporcionaron los extraterrestres que estuvieron en contacto con el pueblo maya. Quizá el logro astronómico más intrigante de los mayas sea que conocieran los cambios que se producen lentamente en el eje de rotación de la Tierra. Se denomina precesión, y se trata de un proceso que tarda más de 26.000 años en completarse. Pero, ¿cómo pudieron los mayas haber llevado la cuenta de unos acontecimientos que se alargan tantísimo en el tiempo? ¿Sería posible que, al igual que los científicos modernos, los mayas hubieran usado el conocimiento del movimiento en el espacio de la Tierra para calcular el tiempo? ¿Y en ese caso, con qué finalidad? Los mayas desarrollaron esta habilidad del control de la puntualidad, monitorizando y prediciendo los movimientos no s o l o del Sol, sino de la Luna, Venus, en algunos casos Júpiter, Marte, Saturno y otras constelaciones. Aunque muchos consideran a los egipcios como los mejores constructores de pirámides, se levantaron 10 veces más pirámides en Mesoamérica que en Egipto. ¿Pero por qué construyeron los mayas tantas estructuras monumentales alineadas con tal precisión con acontecimientos solares, lunares y estelares?、Me、parece que sentían una cierta paranoia: que si no lo h a c í a n así, algo malo les iba a pasar. Se encontraban en la quinta época y consideraban que cada una de las épocas anteriores había acabado de manera catastrófica. Y parecía que tuvieran que sincronizar sus rituales, sus acontecimientos, sus juegos, sus actividades con determinados sucesos celestiales, porque de lo contrario, algo malo les pasaría y la época acabaría de forma prematura. Los mayas estaban absolutamente convencidos de que las fechas eran decisivas, porque las estrellas les revelaban cuándo iban a regresar los dioses, y evidentemente eso significaba que los dioses venían de las estrellas. Pero, ¿dónde o de quién aprendieron los mayas a calcular el tiempo hasta el punto de trazar los movimientos de los astros del planeta solar y de más allá en el universo? ¿Podrían haber llegado a conspirar los mayas con los visitantes del espacio para planificar el futuro? ¿Incluso el final del mundo? Quizás sea necesario un análisis a fondo del tristemente célebre calendario maya y su profecía del fin del mundo. Se recogen varias leyendas dentro del mundo maya que sugieren que la fecha del final del calendario maya de diciembre de 2012 coincide con el día del Apocalipsis. El p o p o l Vuh lo presenta como la posible destrucción del planeta. El monumento del Tortuguero, en un yacimiento cercano a Palenque, es la única inscripción sobre la piedra en la que cita el año 2012 como el último del calendario. Habla de nueve dioses que descenderán a la Tierra, pero nadie sabe qué significa l a ciencia cierta. Algunos sugieren que podría tratarse de un cataclismo. Otros, en cambio, que puede ser el albor de una nueva era, el paso a un modo de vida más consciente. Si los mayas estuvieron en contacto en realidad con seres extraterrestres y su calendario acaba realmente el 21 de diciembre de 2012, podría suponer el regreso de sus dioses, la vuelta de los extraterrestres a la Tierra tal como les habían prometido. Dada la sofisticación del calendario maya, ¿Sería posible que los mayas hubieran predicho la fecha exacta de un acontecimiento que c a m b i a r á de algún modo la Tierra? ¿Podría tratarse del preludio de una nueva era para la humanidad? ¿O podría marcar el final de la civilización en forma de un cataclismo apocalíptico? Solo el tiempo lo dirá. Calendarios de la antigüedad que predicen una funesta cuenta atrás. Los mayas creían que aquello que había sucedido en el pasado se volvería a repetir. Una alineación galáctica que desencadenará una ola de desastres naturales. Es como si se produjeran un montón de terremotos enormes a la vez. ¿Podría dirigirse nuestro planeta hacia la extinción? Estos cambios podrían cambiarnos la vida o podrían acabar con ella. O quizá haya otros planes, quizá más profundos. Para los mayas, cada era estaba perfectamente definida por el regreso de los dioses. Millones de personas de todo el mundo creen que los extraterrestres nos visitaron en el pasado. ¿Y si fuera cierto? ¿Determinaron nuestra historia los extraterrestres de la antigüedad? En ese caso, ¿podrían las pruebas de un posible contacto alienígena ayudar a resolver el misterio que se oculta tras las profecías mayas del fin del mundo? Alienígenas. Las profecías del fin del mundo. México, península del Yucatán. Durante más de dos mil años, las selvas tropicales y las fértiles llanuras han sido el hogar de una de las civilizaciones más espectaculares de la antigüedad: los mayas. Los expertos calculan que entre los años 250 y 900, la población maya rondaba entre los 15 y los 20 millones de personas y se extendía hasta lugares tan meridionales como Costa Rica o Guatemala. Según los restos arqueológicos que se han hallado, los mayas fueron uno de los primeros pueblos en desarrollar un lenguaje escrito, en usar métodos matemáticos modernos. Y en construir grandes observatorios espaciales de varias plantas, en el mismo periodo en el que Europa se hallaba sumida en lo que se conoce como los años oscuros. La civilización maya se considera una de las más adelantadas en materia de astronomía, astrología, trigonometría, arquitectura, disciplinas en las que los europeos en aquella época todavía chapoteaban en el lodo. Quizás el logro más espectacular de los mayas fuera su sistema para cartografiar las estrellas y los planetas en forma de calendario. Los mayas eran cronometristas por encima de todo. Calcular el tiempo era algo mágico, era un poder para los mayas. ハイアンセイミントンパチュラーディーンパチュラーディーンパチュラーディーンパチュラーディーンパチュラーディーンパチュラーディーンパチュラーディーンパチュラーディーンパチュラーディーンパチュラーディーンパチュラーディーンパチュラーディーン Y si esperas otros 72 años, se verán otro día antes. Y si esperas 26.000 años, las pléyades volverán a aparecer de nuevo el mismo día original. Según los expertos, los mayas creían que el tiempo, al igual que las estrellas, se movía en patrones que se repetían, lo que denominaban ciclos del calendario. Y esos ciclos eran capaces de predecir lo que pasaría en el futuro. Uno de esos ciclos del calendario, la cuenta larga de los mayas, dura 5125 años y acabará el 21 de diciembre de 2012. Pero ¿por qué? ¿Por qué escogieron los mayas esa fecha y qué creían que le pasaría a nuestro mundo? Quizá hallemos alguna respuesta en un fenómeno astronómico ubicado en el centro de la galaxia de la Vía Láctea, una zona en la que no hay estrellas. Los mayas sabían no sólo dónde estaba el centro de la galaxia, sino que también había un agujero negro a un año luz de distancia al que llamaban el Gran Hoyo. Los mayas creían que era el canal del parto del universo y que todo lo que conocemos había salido de ese lugar. Y el 21 de diciembre de 2012, la Tierra, el Sol y este canal del parto, el hoyo oscuro, se encontrarán perfectamente alineados, algo que solo ocurre cada 26.000 años. ¿Podría ser que el hecho de que la cuenta larga del calendario maya acabe el mismo día en el que se produzca esta inusual alineación de la vía láctea se tratara de una mera coincidencia? Y este conocimiento avanzado de los ciclos celestes lo habían adquirido los astrónomos mayas a partir de la observación del cielo a simple vista. Los mayas q u e r í a n que ese conocimiento les había llegado de los dioses, y que sus dioses, por tanto, vivían en las estrellas. De ese modo, ¿podría ser que sus dioses fueran extraterrestres? La respuesta a esa pregunta es: sí, podría ser. Según los propios mayas, esos conocimientos no eran algo que ellos mismos hubieran discurrido, sino algo que les había sido entregado como un regalo de los dioses. El regalo no había sido algo material, sino conocimiento. El conocimiento es la moneda de cambio del universo. Sin embargo,. Aunque la información que aporta la cuenta larga viniera de otros mundos o de una procedencia extraterrestre, ¿por qué en 2012? ¿Por qué tiene esa fecha un significado especial? Los investigadores creen que quizás se haya encontrado una pista entre las ruinas de la ciudad maya de Tortuguero. Una pista compuesta a partir de los fragmentos de una piedra con jeroglíficos denominada la Estela número Seis. En mi opinión, la única referencia evidente a la fecha de la cuenta larga que llega a 2012 aparece en la e s t e l a número 6 de Tortuguero. La inscripción de Tortuguero había sido prácticamente destruida y todo el mundo daba por sentado que los nueve dioses regresarían el 21 de diciembre de 2012. Pero, dada la degradación de la inscripción, algunas cosas se dieron por hecho. Durante años, los expertos habían rechazado la prueba hallada en la estela de Tortuguero al considerarla una anomalía puntual, carente de significado alguno. Pero el 24 de noviembre de 2011, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México reveló al mundo la existencia de un segundo hallazgo: un ladrillo de barro que había aparecido en la ciudad de Comalcalco con una inscripción. Que muchos asociaron a una fecha en particular, el 21 de diciembre de 2012. Es uno de los miles de ladrillos que encontramos en Comalcalco. Unos pocos contenían jeroglíficos. Uno de ellos tiene una fecha inscrita, algo bastante inusual: Pone, c u Ajau. t r o a Tres Kanki, lo que en nuestro calendario tendría lugar en el año 2012. El ladrillo de Comalcalco es importante porque verifica la inscripción de Tortuguero. El ladrillo le da la razón a aquellos que creían que los nueve dioses iban a regresar a la Tierra. ¿Una visita de los extraterrestres? Una de las señales del fin del mundo. Para la mayoría de los arqueólogos e investigadores, el concepto no es sólo un tanto rebuscado, sino que se trata de una curiosidad en lugar de una profecía. Sin embargo, no es tan fácil pasar por alto una particularidad del ladrillo con jeroglíficos. Las inscripciones del ladrillo se tallaron en la cara interior y no quedaban a la vista. ¿Por qué escribirían una fecha en un ladrillo para darle la vuelta al colocarlo en la pared de tal modo que nadie lo viera? Tan solo podemos especular, pero creemos que el gobernante del momento, el sacerdote, o aquel que encargara la construcción de Comalcalco, no quería que eso se supiera. ¿Por qué conspirarían los mayas para mantener esa fecha en secreto? ¿Fue para evitar que cundiera el pánico? Si va a haber algún tipo de fin del mundo al final del calendario maya, podría tratarse de una combinación de un deslizamiento polar, de volcanes y terremotos, y de maremotos por toda la Tierra. Sería una situación catastrófica para el planeta. ¿Sería realmente posible, tal y como creen los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, que los mayas recibieran un conocimiento astronómico tan detallado de unos visitantes alienígenas en la antigüedad? ¿Y podría esto explicar por qué su calendario, que predice con suma precisión una alineación galáctica extraordinaria, al parecer acaba el 21 de diciembre de 2012? Quizá la respuesta se encuentre examinando las profecías del fin del mundo de otras culturas de la antigüedad. Si los mayas intentaban prevenirnos frente a un futuro cataclismo, ¿podrían existir pruebas de que no fueran los únicos? 21 de diciembre de 2012. Según varios investigadores y expertos, sería el día en el que, según el calendario maya, se produciría el fin del mundo. Pero este calendario presenta otro aspecto igual de curioso. No c u a n d o acaba, sino c u a n d o empieza. Más de 3.000 años antes de que existieran los propios mayas. El origen de la cuenta larga, por qué escogieron como primer día el 13 de agosto del 3114 a.C., sigue siendo un misterio. Es anterior a ellos mismos. Los mayas no existían en aquella época. ¿Por qué dataron el proyecto 3.000 años antes? Basado en todo lo que sabemos de los mayas, debería ser por un motivo astronómico. Una de las posibilidades por las que se remontaron al 3.114 a.C. sería porque sucediera algún tipo de cataclismo. Investigaciones recientes han revelado que uno o varios asteroides impactaron en una zona de Austria, en Europa. Y habría provocado un apagón en el cielo que duraría varios años. s e ahí cuando empieza su calendario. Científicos de Harvard y Princeton han dicho que una gran catástrofe a nivel mundial, una de las glaciaciones del planeta, tuvo lugar justo en el momento en el que se inicia el calendario Maya. Y no fue algo que sucediera durante decenas de miles o cientos de años, sino en cuestión de semanas, días, que cogió a todo el mundo de impresa. Según los mayas, estamos llegando al final de la quinta era. La han precedido cuatro catástrofes, cada una de las cuales acabó con la destrucción de la Tierra. Y ahora estamos llegando al final de la quinta era de los mayas, que tendrá lugar ahora, en diciembre de 2012. Según las predicciones mayas, también acabará en una catástrofe gigante. La visión occidental del tiempo es muy lineal. Cuando pensamos en la vida, la vemos como una proyección lineal que conduce hacia el futuro. Los mayas concebían la vida como algo cíclico. ¿Sería posible que el calendario maya acabe el 21 de diciembre de 2012 porque esperaran que la quinta era del hombre acabara tal y como había empezado? ¿Poseían algún tipo de conocimiento antiquísimo que se hubiera perdido en el tiempo? En ese caso, ¿se podrían encontrar pruebas al examinar las predicciones del fin del mundo similares de otras culturas de la antigüedad? La información temporal de la Gran Pirámide de Giza nos revela que se producirían una serie de catástrofes relacionadas con el agua entre finales de 2004 y 2006. Y ya ven lo que pasó. Tuvimos el tsunami en Asia, que mató a 250.000 personas. Tuvimos el huracán k a t r i n a Y todavía queda una denominada el Río de Fuego, en la que nos previenen de un gran suceso cósmico, quizá una erupción solar, que arrase con todo y envíe al hoyo a toda la humanidad. Además de las trágicas profecías de los mayas y de los egipcios, los investigadores también han encontrado relaciones con las predicciones del fin del mundo de los indios Hopi del suroeste de los Estados Unidos. Los Hopis, uno de los pueblos nativos de los Estados Unidos, creen que nos encontramos en la quinta era del hombre, una era de purificación que está a punto de acabar. Los Hopis creen que, a menos que los pueblos de la Tierra se relajen y vivan en armonía entre ellos y con el planeta, se producirá una gran destrucción. En la India. La Surya Siddhanta, un manuscrito budista e hindú sobre astronomía de la antigüedad, predice que la humanidad llegará pronto al final del Kali Yuga, la última era del hombre. La divinidad masculina Kali, que se menciona en los últimos días del Mahabharata, hace alusión a un tiempo de caos y discordia. Y, según cómo se interprete la fecha de los escritos, nos encontramos justo ahí. Incluso la Biblia predice con sumo detalle un terrorífico apocalipsis. Los escritores cristianos se centraron en varias cosas: que los judíos regresarían a Tierra Santa y la reclamarían tal y como sucedió hace unos años, que la nación que allí se asentaría. Reclamaría Jerusalén tal y como sucedió hace unos años, que habría una gran expansión del territorio hasta que se formara una gran nación. Por último, se reclamaría el templo, el que se encuentra en la explanada de las mezquitas, un lugar sagrado para el Islam, pero que debe recuperarse y devolverse a su estado original. Es el lugar al que acudirá el Mesías para gobernar la tierra antes del fin de los tiempos. La idea de que estamos viviendo en el final de los tiempos, no necesariamente el fin del mundo, pero sí el fin de un mundo, es bastante global. Mientras la mayoría de las profecías del fin del mundo de la antigüedad sugieren a grandes rasgos lo que denominan el fin de los tiempos, la predicción maya se aventura a señalar una fecha en particular. Según la denominada cuenta larga, El calendario acaba el viernes 21 de diciembre de 2012. Una fecha que muchos científicos y astrónomos aseguran que coincidirá con una alineación de cuerpos celestes dentro de la vía láctea extremadamente inusual. Pero, ¿cómo podía ser tan preciso el calendario maya? Es un hecho constatado que los mayas crearon el calendario más elaborado de todas las culturas del mundo. Tenían un calendario solar, pero por encima tenían un calendario sagrado. Cuando observas la proporción entre ambos, sale que cada año tiene 365,2422 días. El reloj atómico dice que un año son 365,2420 días, pero reconocen que a partir del cuarto decimal podría haber un margen de error de cinco puntos. No sabemos cuál de los dos es más exacto, el maya o el reloj atómico. La manera tan sofisticada que tenían los mayas para calcular el tiempo es increíble, incluso para los estándares actuales. Es como si hubieran tenido una tecnología informática sofisticada o programas de cálculo. Aún hoy seguimos intentando averiguar cómo pudieron realizar semejante trabajo prácticamente en la prehistoria. El tercer calendario maya, conocido como la cuenta larga, calculaba el tiempo en ciclos de 394 años o 114.000 días. La cuenta larga es como cuenta kilómetros, pero que marca los días. Cuenta 1, 2, 3 y así hasta 114.000 de lo que ellos denominaban Bactún. La cuenta larga de los mayas también calculaba el tiempo en una serie de 13 ciclos de Bactún, con un total de 5.125 años. Según los expertos, las fechas están comprendidas entre el 11 de agosto del año 3.114 a.C. Y el 21 de diciembre de 2012, llegados a ese punto, inexplicablemente se detiene. ¿Por qué los mayas seguían el rastro a los sucesos cósmicos en ciclos de miles de años? ¿Era simplemente tal y como sugieren algunos expertos, porque podían? O quizá, tal y como sugieren los defensores de la teoría de los antiguos astronautas. Crearon el calendario como una manera de marcar el tiempo hasta el regreso de los visitantes extraterrestres, seres que ellos consideraban dioses. Aún hoy en día, la ciencia no ha logrado descifrar en qué se basaban algunos de los calendarios mayas, pero sabemos que tenían una razón de ser en particular. Es evidente que les fueron entregados por una inteligencia que sabía qué representaban esos ciclos del calendario. Por tanto, lo que vemos es que los mayas trabajaban con herramientas, tecnologías y calendarios que habían sido diseñados específicamente porque les habían dicho que cuando pasara algo determinado en los cielos, regresarían los dioses. Los mayas eran increíbles en lo que hacían. La gran cuestión es cómo lo sabían. Tenemos que plantearnos que quizá las civilizaciones sean mucho más antiguas de lo que pensamos y que se transmitieron sus conocimientos durante cientos o miles de años. O alguien vino y se lo enseñó. ¿Acaso los mayas crearon la cuenta larga para prevenirnos frente a un cataclismo mortal? ¿O tan solo querían informarnos del día que marcaría el regreso de sus dioses? ¿Pero quién o qué eran esos dioses? ¿Y qué planes tenían? Según los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, la respuesta se encuentra en las estrellas. t i c a l Norte de Guatemala. Entre las densas selvas tropicales de Centroamérica, este yacimiento arqueológico fue uno de los mayores núcleos de población de la civilización maya. Aquí, a lo largo de la Gran Plaza, los mayas levantaron siete templos con forma de pirámide alineados a imagen y semejanza de las p l e i a d e s Las llamaban las siete hermanas porque se componen de siete estrellas brillantes. También creían que las Pléyades se encontraban en el centro de todas las estrellas fijas, por lo que, cuando las observaban, creían que procedían del centro de la creación. Y ellos creían que venían precisamente de ese centro, o en pocas palabras, que venían de las Pléyades. ¿Por qué los mayas harían tantos esfuerzos para recrear el reflejo de las estrellas sobre la Tierra? ¿Por qué lo harían? A menos que quisieran contactar con los dioses extraterrestres que les habían proporcionado en un principio esa información. Las p l e y a d e s no eran importantes solo para los mayas, sino también para los indígenas de los Estados Unidos. Los cheroquis, por ejemplo, los hopis, creían que descendían de seres estelares que procedían de las p l e y a d e s Según los expertos, los mayas creían que dioses poderosos descenderían a la tierra desde las estrellas, incluyendo una temible serpiente emplumada conocida como Cuculcán. Según la leyenda maya, Cuculcán era la serpiente alada, una divinidad reptil que podía volar. El Cuculcán de los mayas se representa de varias maneras. En ocasiones es humano, en ocasiones es una serpiente, en ocasiones lo vemos salir de la cabeza de una serpiente. カクルカンはあなたの手を持っている人間の手を持っている人間の手を持っている人間の手を持っている人間の手を持っている人間の手を持っている人間の手を持っている人間の手を持っている人間の手を持っている人間の手を持っている人間の手を持っている人間の手を持っている人間の手を持っている人間の手を持っている人間の手を持っている人間の手を持っている人間の手を持っている人間の手を持っている人間の手を持っている人間の手を持っている人間の手を持っている人間の手を持っている人間の手を持っている人間の手を持っている人間の手を持っている人間の手を持っている人間の手を持っている人間の手 Kukulkán fue el creador de la vida que condujo a los mayas a una era de adelantos científicos y también en el arte y la arquitectura. Según la mitología maya, Kukulkán abandonó a su pueblo con la promesa de regresar un día. Muchos expertos coinciden en que el final del calendario maya, el 21 de diciembre de este año, marcará el regreso de Kukulkán. A 600 kilómetros al norte de Tikal, en la ciudad maya de Chichen Itza, se encuentra una pirámide única construida por los mayas en honor a k u k u l c a n A diferencia de la mayoría de las pirámides que encontramos repartidas por todo el mundo, la pirámide escalonada de Chichen Itza no está orientada en los ejes norte-sur o este-oeste, sino ligeramente desviada y tiene una explicación. Durante los equinoccios de primavera y otoño se proyecta una sombra sobre uno de los laterales de la pirámide que se identifica con el descenso de Kukul k a n El extraterrestre desciende de los cielos, se queda un tiempo en la tierra y luego asciende de nuevo. Aquí tenemos un ejemplo de mitología viva. Mi pregunta es: ¿Qué querían decir cuando hablaban de una divinidad que había bajado del cielo? ¿Por qué era tan importante para los mayas construir un templo tan elaborado en honor a Cuculcán? ¿Realmente esperaban que este dios ascendiera a los cielos y después regresara a la tierra? O quizá Cuculcán fuera algo aún más increíble. Algo que no era de este mundo. Si miras al cielo hoy en día y ves un avión, deja un rastro de humo conforme atraviesa el cielo. Y lo que parece es la parte posterior de la cola de una serpiente contoneándose. Si lo ves desde esa perspectiva, podría interpretarse como una serpiente voladora. En mi opinión, tan solo puede tratarse de la descripción de algún tipo de nave extraterrestre. Que descendió del cielo y de la que salieron los dioses, en minúscula, que les enseñaron diversas disciplinas. El mensaje es evidente: el dios Cuculcán descendió ante los humanos, estuvo un cierto tiempo entre ellos, fue su maestro y después volvió a desaparecer con la promesa de que un día regresaría a la tierra. ¿Sería posible? Tal como sugieren algunos defensores de la teoría de los antiguos astronautas, que Ecuculcán se tratara en realidad de una nave espacial, construida y pilotada por seres de otros mundos? ¿Y en ese caso, se explicarían así las representaciones de este dios maya como una cara que sale de la cabeza de una serpiente, como la de un piloto dentro de un vehículo? Según los expertos, también se encuentran pistas de la conexión entre los mayas y seres de otros mundos en un manuscrito maya conocido como el Popol v u h que se traduciría como el Libro del Pueblo, la colección de los únicos relatos orales mayas que todavía sobreviven. Escrito y traducido a mediados del siglo XVI, este libro trata una gran variedad de temas, entre ellos los mitos mayas de la creación. El Popol v u h empieza con nada. No había nada. Había una superficie acuosa, pero no había cielo ni tierra, y los dioses emergieron de esas aguas. Empezaron con nada, y los dioses decidieron crear a las personas. En uno de los lugares más inhóspitos y menos propicios para el nacimiento de una civilización, surgieron los mayas, que crearon una colección de ciudades-estado independientes y levantaron pirámides, desarrollaron un lenguaje escrito y un sistema matemático y se adentraron en la selva hasta alcanzar una población de varios millones de personas. En el Popol Vuh Se cita expresamente que fueron los dioses quienes trajeron la vida y que esos dioses venían del espacio exterior. No dicen que vinieran de las entrañas de la Tierra, tampoco dicen que vinieran de otro continente o de otras tierras, sino que indica expresamente que descendieron del cielo y, básicamente, trajeron el conocimiento al planeta Tierra. とても素晴らしいことは、私た e の人生を見つけたことは、私たちの e 生を見つけたことは、私たちの人生を見つけたことは、私たちの人生を見つけたことは、私たちの人生を見つけたことは、私たちの人生を見つけいことは、いたちの人生を見つけたことは、私たちの人生を見つけたことは、私たちの人生を見つけたことは、私たちの人生を見つけたことは、私たちの人生を見つけたことは、私たちとは、私たちの人は、私のは、私は、私は、私は、私は、 Cuyo destino fuera regresar algún día de las estrellas? En ese caso, ¿significaría eso que pudiera ser cierta otra de las leyendas mayas, la que predice que nuestro tiempo en la Tierra podría estar agotándose? La estela número 6. Tallados sobre esta piedra se encuentran una serie de jeroglíficos mayas que, según los expertos, Predicen un trágico cataclismo que tendrá lugar el 21 de diciembre de 2012. Se trata de una gran estela en la que se relata la vida de un rey en particular. Pero hacia el final, da un salto en el tiempo, desde el año 600 d.C. e de s s p u é r i s t o hasta el 2012. Sin duda, dice que el 4 a d Ajau 8 Kankin llegará e l decimotercer Bakhtun o p e r í o d o de 400 años, pero solo hay tres glifos desgastados y ligeramente rotos. Algunos expertos creen que los glifos desgastados de la estela número 6 sugieren que b o l o n g y o k t e un dios similar a k u k u l c a n regresará al final del calendario Maya. Los especialistas en lengua maya leen que del cielo descenderá el dios Golon Yokte. Bolonyokte era uno de los dioses mayas que estuvo presente en la creación del hombre. Están diciendo que el dios Bolonyokte descenderá. Es decir, que se espera que regresen algunos dioses, algunos extraterrestres. E indudablemente, algunos dioses regresarán. No cabe la menor duda. ¿Quién era Bolonyokte? Según los documentos que han sobrevivido, Y tan solo son fragmentarios, lo describían siempre como alguien con grandes poderes, con la capacidad de volar y que tenía un conocimiento increíble del universo. El dios Bolon j o g d e no es uno de los mejor conocidos. En ocasiones se le relaciona con textos que hablan del principio de la creación, que se remonta al 3114 a.C. Y lo vemos en algunos contextos que parecen estar relacionados con la guerra. Bolon j o g t e también se describía como alguien muy alto y muy brillante, fulgurante. ¿Podría ser que lo que tuviéramos fuera la descripción de un extraterrestre? Y la respuesta es sí. ¿Pero por qué está rodeada de tanto misterio la leyenda de Bolon Yogte? Los investigadores dicen que los mayas creían que esta entidad había visitado a sus ancestros antes, miles de años atrás. Hay otra referencia a Bolon Yogte en Palenque, en el Templo 14, en el que se dice explícitamente que Bolon Yogte apareció sobre la tierra 900.000 años atrás. ¿Por qué alguien en su sano juicio iba a datar un suceso que tuvo lugar hace más de 900.000 años? Bueno, algo pasó, algo muy importante. Y según los textos de la antigüedad, fue entonces cuando Bolon j o p t e descendió la tierra desde el cielo. Se encuentran relatos similares que sugieren que los mayas estaban conectados de algún modo con seres de otros mundos en una recopilación de textos llamada Chilam Balam, una colección de relatos orales transmitidos de generación en generación. Los libros del Chilam Balam fueron escritos entre los siglos XVI y XVIII, cuando los conquistadores españoles ya habían llegado. Cuando los españoles llegaron, encontraron cientos de escritos mayas. Los destruyeron todos. Pero algunos sacerdotes escaparon y empezaron a escribir a partir de todo lo que sabían. De ahí que existan los libros del Chilambalam. El nombre de Chilam Balam es en realidad el de una orden de sacerdotes, una especie de historiadores del Yucatán, gracias a los que tenemos esta colección de libros que se llamó Chilam Balam. Son libros en los que encontramos toda la información sobre qué creían los mayas que había pasado y qué creían que pasaría en el futuro. Según la gente que escribió el Chilam Balam, consideraban que eran muy exactos. Estos libros hablan acerca de los p e r í o d o s de 20 años. En el p e r í o d o en el que nos encontramos era una mala época para todos. Podemos esperar todo tipo de infortunios, y por supuesto, la peor suerte que pudieron correr fue la llegada de los españoles. La cuestión es que, partiendo de los ciclos en el tiempo, prácticamente podemos predecir que esta calamidad iba a sucedernos en este preciso momento. En el Chilam Balam se dice que el dios Bolon Yokte regresará algún día y se enfrentará a los dioses del cielo en una guerra de dimensiones épicas entre el bien y el mal. Para los mayas, cada era estaba perfectamente definida, definida por el regreso de los dioses. Por tanto, lo que tenemos hoy en día o en un futuro inmediato es la llegada inminente de estas deidades, según la tradición maya. Esta predicción de una última batalla apocalíptica entre el bien y el mal, tal y como se describe en el Chilam Balam, también aparece en el libro de las revelaciones de la Biblia. Resulta curioso que si uno se fija en el último libro de la Biblia, se menciona una gran guerra en el cielo entre el arcángel San Miguel y el Gran Dragón. ¿Se producirá una última gran guerra en el cielo al final de esta e r a Si la profecía maya del regreso de Bolon j o p t e es cierta, ¿podría producirse la batalla entre el bien y el mal, que tendrá como resultado la aniquilación de la humanidad? ¿Pero cómo? Planeta Tierra. Aunque existen diversas teorías sobre su edad y su origen, un hecho es cierto. Nuestro planeta tiene miles de millones de años. Y la existencia de la humanidad sobre su superficie es relativamente reciente y frágil. A lo largo de la historia, la mayor amenaza para la humanidad ha venido siempre en forma de catástrofes naturales. ¿Pero significa eso que el mundo acabará el 21 de diciembre de 2012? Pruebas halladas recientemente demuestran que los mayas poseían un conocimiento del universo y de su destino que apenas estamos empezando a comprender. Según los mayas, el mundo ya ha acabado cuatro veces tras un gran cataclismo. Acabó antes bajo el fuego, el hielo y las aguas. Y el próximo cataclismo podría ser una combinación de todos ellos o quizá algo completamente diferente. Los mayas no s o l o sabían dónde estábamos en el universo, sino que conocían la edad del universo. Los mayas determinaron que la edad del universo era de 16.400 millones de años. La ciencia de hoy en día calcula que tiene entre 14 y 15.000 millones. Según vamos teniendo una tecnología más avanzada, vamos viendo que tenían razón. ¿Sería posible, tal y como predijeron los mayas, que la Tierra y el Sol se a l i n e a r á n con un agujero negro el 21 de diciembre de 2012? ¿Y en ese caso, semejante fenómeno cósmico tendrá consecuencias funestas para nuestro mundo? Los tibetanos creen que el Sol es una lente que activa y amplifica aquello que tiene delante o detrás. Si ese es el caso, el 21 de diciembre tendremos una energía procedente del centro de la galaxia, que procede del gran hoyo, del vientre de la galaxia, como prefieras, que será amplificada por el Sol y tendrá algún tipo de efecto sobre la humanidad. Creo que los mayas tenían nociones de mecánica celeste. Sabían que el sol experimentaba una serie de cambios, por lo que, en mi opinión, algo va a suceder con el sol. Por la experiencia que tenemos, sabemos que las tormentas solares interfieren con nuestros equipos electrónicos. Se producen bajadas de tensión, por ejemplo. Podrían producirse grandes cambios que afectarían notablemente a nuestra sociedad moderna. Y si estamos hablando de que vamos a perder ese tipo de control durante un periodo de determinado de tiempo, me atrevería a asegurar que nos enfrentaríamos a una situación que plantearía cambios dramáticos que muy probablemente tendrían un efecto devastador. Algunos investigadores especulan que la alineación galáctica podría cambiar o incluso invertir la rotación de la Tierra sobre su eje, alterando su campo magnético. Un cambio súbito en el campo magnético significaría que algo gravísimo sucedería con el movimiento angular del interior de la Tierra, lo que también podría significar que cambiaría la mismísima rotación de la Tierra. Y en cuanto se alterase la rotación de la Tierra, se producirían una serie de efectos devastadores. Podrían producirse un montón de terremotos enormes a la vez. Hablamos de la destrucción. Un terremoto de magnitud 7, 8 o 9, como algo que se escapa a nuestra imaginación. ¿Pero qué pasaría con un terremoto de magnitud 12 o 20? Intercambiaría el mar con la tierra y la tierra con el mar. Estamos hablando de un fenómeno que no hemos experimentado jamás, así que algunos de los cambios que se comentan podrían cambiarnos la vida o podrían acabar con ella. ¿Le afectará a la Tierra una alineación astronómica tan extraña y poderosa como esa? ¿Que se espera que tenga grandes consecuencias para todos nosotros? En ese caso. ¿Podrían llegar en forma de muerte y destrucción? ¿O podría tener lugar un resultado más positivo? El final de la cuenta larga de los mayas podría significar el día del juicio final de la Tierra. O por otro lado, podría ser el regreso de los dioses extraterrestres, tal y como creían los mayas. Cuesta aventurar el futuro, lo que sucederá a finales del 2012. Pero parece que quizá los mayas sí vieran lo que sucedería y nosotros tendremos que averiguarlo. Vivimos en un tiempo, en concreto en una cultura, que discrepa de la teoría de los antiguos astronautas, según la cual no estamos solos. Va a ser toda una revelación para la aldea global precisamente ese hecho, que no estamos solos. Y ese será el gran regalo de los mayas cuando llegue 2012. Es absolutamente cierto que está a punto de acabar un ciclo del calendario. Pero eso no significa el fin del mundo. Es más, lo único que significa es el principio de un nuevo ciclo del calendario, de otro periodo de tiempo. ¿Podrían hacerse realidad las profecías mayas del fin del mundo? ¿Será el 21 de diciembre de 2012 la señal del fin de la civilización tal y como la conocemos? ¿O acaso tales predicciones funestas no son más que un mito, una interpretación errónea de una realidad aún mayor? Quizá lo que nos espera no es el fin del mundo, pero sí un nuevo principio: aquel que revelará los orígenes cósmicos del hombre. Esculturas prehistóricas de seres reptiles. Pasó algo trascendental, algo que cambiaría la interpretación de la historia de la humanidad. Extrañas calaveras alargadas de casi 4.000 años de antigüedad. Podría parecer que esas calaveras alargadas pertenecieran a personas que fueron mitad extraterrestre, mitad humano. Y mitos ancestrales de pequeños seres grises de cabeza grande y ojos negros ovalados. Ha habido descripciones de seres grises que se remontan a cientos, si no miles de años. Por todo el planeta existen pruebas ancestrales de la visita de seres de otros mundos. Estos datos sugieren, sin lugar a dudas, que extraterrestres visitaron la Tierra en persona.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 Grises, Roswell, Nuevo México, 3 de j u l i o de 1947. Un resplandor atraviesa el cielo. Y se estrella en el desierto junto al campo de entrenamiento militar de Roswell. El ranchero m a c Brassell l o y e el impacto e investiga a la mañana siguiente. Informaría de su hallazgo a las autoridades. Los restos que se encontraron no se parecían a nada antes visto. El ranchero informó de que había encontrado lo que parecía una especie de papel de aluminio que al desenterrarlo tenía las mismas extrañas propiedades que los metales con memoria. Dicho de otro modo, aquello sugería la posibilidad de que había caído en Roswell algo muy extraño. Y encontraron cinco cuerpos alienígenas. Alienígenas porque no tenían apariencia humana. Empleando cajas herméticamente cerradas del tamaño de un ataúd pequeño, transportaron los cuerpos para ser revisados y analizados médicamente y posteriormente ser enviados a distintos departamentos de investigación confidencial. Los describieron como los grises clásicos: entre metro y metro 250 de alto, ojos negros saltones, una hendidura por boca, brazos largos. Según qué descripción de tres a cinco dedos. Al principio, el personal del ejército de los Estados Unidos anunció que había recuperado los restos de una aeronave desconocida. Pero después dieron marcha atrás. Veinticuatro horas después, el ejército cambió su versión y dijo: Perdón, nos hemos equivocado. Tan solo era un globo sonda. Pero no se aclaró públicamente cómo era posible que militares entrenados no supieran distinguir entre un platillo volante y un globo sonda. ¿Pero por qué el ejército cambió su versión? ¿Fue porque encontraron algo inesperado, algo de otro mundo, tal y como sugieren los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? La gente que asegura haber estado relacionada con el objeto de Roswell insiste en que se rescataron siete cuerpos alienígenas. Es muy raro que hablaran de seres. También sabemos que se llamó a una agencia funeraria para que acudieran con ataúdes pequeños. Es evidente que algo pasó en Roswell, pero no sabemos qué exactamente. Pero yo creo que fue algo de fuera de este mundo. He ahí el kit de la leyenda de Roswell. El gobierno, que en una democracia se supone que es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, lo está encubriendo. Lo segundo que queda implícito en esta leyenda es el hecho de que, por supuesto, los extraterrestres han estado visitando la Tierra. Pero si seres extraterrestres se estrellaron en Roswell, ¿quiénes eran y qué querían? 19 de septiembre de 1961. Según los medios de comunicación, Betty y Barney Hill iban en coche por New Hampshire a altas horas de la madrugada cuando un platillo volante de gran tamaño se les acercó a gran velocidad y se quedó flotando encima del coche. Vieron unos cuerpos extraños a través de las ventanas de la nave. Y misteriosamente, la pareja también aseguraba no recordar nada de lo que pasó en las dos horas que sucedieron al encuentro. A día de hoy, nadie sabe a ciencia cierta qué vieron Betty y Barney Hill. Sin embargo, los detalles de su caso coinciden con numerosas versiones de la abducción extraterrestre. Y digo abducción extraterrestre por varios de los aspectos que comentan: como el vacío en el tiempo o que vieran seres que salieron de la nave con los que llegaron a interactuar, pero que no eran humanos. Al final, bajo hipnosis, recordaron que lo sacaron del coche y que lo subieron a bordo de la nave, lo que constituye una abducción en toda regla. Y Betty le suplicó a sus captores, si se me permite, que no le hicieran daño mientras la tenían tumbada en una mesa y le practicaban experimentos, como introducirle una aguja en el estómago. Mientras que Barney cuenta que le tomaron muestras dérmicas y de esperma. Los seres que describieron Betty y Barney Hill encajan con el caso típico de grises. Existen variaciones de tamaño y dimensiones de estos seres, pero todos tienen las mismas características: cuerpos delgados y larguiruchos, cabezas grandes y ovaladas, ojos desproporcionadamente grandes. El de los Hill fue el primer caso documentado de una abducción alienígena en la era moderna, pero no fue la última. Desde los años 60 ha habido muchos más casos similares, incluyendo el de Kim k a l s b e r g una fotógrafa profesional que en 1988 aseguró haber sido abducida por a l i e n í g e n a s grises en plena noche. Estábamos viviendo en la playa en Pacific Palisades y me acerqué a la ventana al ver una luz en el horizonte que no había visto antes. Y llevo viviendo toda la vida en la playa. Y no era ni un barco ni una estrella. Vi una nave. Y lo siguiente que recuerdo fue verla partir hacia las estrellas y desaparecer. Volví a la cama como siempre. Y me desperté en plena noche. Pero ya no estaba en mi cama. Estaba desnuda y paralizada. Los seres que vi medirían como un metro. Estaban desnudos, eran completamente blancos, no eran grises. Tenían la cabeza enorme y los ojos saltones negros, unos cuerpos enjutos. Hay varios relatos de personas abducidas por grises y que las llevan a sus naves. Incluso algunos sobre personas inseminadas con material reproductivo alienígena que después concibieron bebés híbridos, mezcla de ser humano y extraterrestre que les fueron extraídos del cuerpo para crecer dentro de las naves espaciales. En algunos casos, algunas personas aseguran haber regresado a la nave y haber podido ver a sus vástagos híbridos. A mí me usaron por mi ADN. Estaban creando niños híbridos a partir de mis óvulos y el esperma de otra persona, a la vez que lo combinaban con el esperma de su ADN. Me implantarían un feto alienígena y lo dejarían en mi vientre durante varios meses. Después volverían a por mí para extraerlo. Fue horrible, fue algo terrorífico. No puede haber tanta gente que afirma haber sido abducida y que no se dé la más remota posibilidad de que alguno sea cierto. Creo que está pasando. No sé si se trata de un programa de hibridación de los extraterrestres o si pretenden regresar con estos híbridos a su planeta cuando se produzca algún cambio medioambiental. Pero en mi opinión, algo muy extraño le pasa a la gente que asegura haber sido abducida. Hay un exceso de testimonios de demasiada gente que asegura que recuerdan ese tipo de criaturas y cómo fueron raptados. Sí, creo que los grises tienen lógica. La cuestión es: ¿de dónde vienen? Si piensas en un alienígena gris de cabeza grande, cuerpo pequeño, ¿por qué son estos los que más destacan? Como científico tienes que reflexionar sobre dos aspectos. Por un lado, ¿por qué tenemos esa imagen de ellos si no son más que una invención? Y por otro, si han existido en realidad, hipotéticamente, ¿la vida inteligente no tendría un aspecto diametralmente opuesto? Yo creo que la respuesta sería sí. Pero, ¿cómo se explica el parecido entre los grises descritos por las víctimas de abducciones? ¿Y por qué las últimas descripciones coinciden con las representaciones antiguas de lo que por todo el mundo se consideraban dioses del cielo? Quizá pertenezcan a la misma raza de seres extraterrestres, tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas. Se puede constatar la presencia de grises en la antigüedad, porque existen figurillas o pinturas rupestres con el mismo aspecto de los grises. Tenemos algunas estatuas de la antigua sumeria, pero también pinturas en Europa o, por ejemplo, en Australia, en l a que se encuentran cabezas triangulares con grandes ojos almendrados. Las pinturas rupestres de la región de Kimberley, en Australia, con casi 5.000 años de antigüedad, podrían ser una de las primeras representaciones de los grises que se conocen. Según las leyendas locales, aparecen dibujados espíritus de la antigüedad llamados Wondiina, que se les aparecían en sueños para crear el paisaje e influir en sus habitantes. Lo que tenemos aquí es la típica representación de un alienígena gris. Los ojos y las cabezas almendradas. Porque muy a menudo se encuentran criaturas extrañas en el arte rupestre, pero no necesariamente son grises. Así que la representación que encontramos en las cuevas de Kimberly e es algo extraordinario. Los Wongina eran seres que descendían del cielo y básicamente catapultaron la civilización en y alrededor de Australia. Es más, los aborígenes siguen rezando hoy en día a esos seres. Y para mí es significativo porque nos encontramos ante lo que yo denomino mitología viva, mitología que se ha mantenido con vida durante miles de años. Y para mí no se trata de ninguna coincidencia. ¿Acaso los seres extraterrestres conocidos como los grises llevan miles de años visitando la Tierra, tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? Quizá la respuesta se encuentre no en las estrellas, sino en las primeras representaciones de los dioses del cielo del hombre. Irak. Una región conocida en la antigüedad como Mesopotamia. Al este del río Tigris, al otro lado de la ciudad moderna de Mosul, se encuentran los restos de la antigua ciudad de Nínive. Aquí, en 1849, se descubrieron unas tablillas de barro sumerias de hace 6.000 años que contienen las muestras más antiguas conocidas de escritura. Según algunas interpretaciones, los textos grabados en las tablillas hablan de una raza alienígena llamada Anunnaki, que se asentó en Sumer y se crió con los humanos. Los Anunnaki, de la tradición sumeria, del actual Irak, serían dioses que literalmente nos crearon a nosotros, los humanos, a su imagen y semejanza. Cuando repasamos los textos épicos de los sumerios que se remontan a miles de años, los Anunnaki sirven para que nos demos cuenta de que existieron en realidad y que los Anunnaki llegaron a trabajar o a mantener algún tipo de relación con los grises. Con los Anunnaki, Anu en realidad es una descripción del hecho de que están relacionados con sus deidades creadoras y en este caso, a n i está relacionado con la constelación de Orión. En concreto, se dice que estas criaturas venían específicamente de ese punto del universo, solo por nosotros. Cuando observas las pruebas, parece que llegaron diversas especies alienígenas a este planeta. Por un lado, los más pequeños y c a b e z o n e s de color gris. Por otro, los altos, prácticamente gigantes, que recibían el nombre de Anunnaki. Y también otras especies alienígenas que se supone que tenían un aspecto idéntico al nuestro. En el suroeste de los Estados Unidos, los ancestros de los indios Hopi creían en divinidades provenientes de otros mundos. Y los plasmaron en ilustraciones sobre las paredes de los cañones. Pero en algunos casos, los investigadores creen que las representaciones de los dioses del cielo coinciden con las descripciones contemporáneas de los grises. En la cultura Hopi se encuentran espíritus llamados Kachina que representan a seres procedentes de otros mundos. En realidad son una mezcla de los espíritus de la naturaleza y de la tierra. Algunos poseen algunos aspectos de ancestros muy poderosos o dioses. Se trata de criaturas de otros mundos. La traducción de la palabra Kachina es muy sencilla, significa m a e s t r o Los Kachina no formaban parte del mundo espiritual, sino que formaban parte del mundo terrenal. Habían descendido del cielo en lo que los h o p i describían como escudos feroces. Alcanzarían la tierra, pasarían tiempo con los seres humanos. Les enseñarían, les proporcionarían conocimiento y después usarían esos mismos escudos para volver a los cielos. Los Kachina estuvieron conviviendo con ellos y se dice que llegaron incluso a las montañas, en concreto a las que rodean San Francisco, a las afueras de Flagstaff, y después desaparecieron. Los cachinas, en la cultura Hopi, son considerados dioses, aunque es un término usado a la ligera, porque con la información que manejamos hoy en día cabría la posibilidad de que fueran extraterrestres. Resulta curioso que el mismo patrón se encuentre en diversas culturas. Los dioses llegan y les parecen atractivas nuestras mujeres, exactamente lo mismo que relatan los indios Hopi. Pero si los alienígenas grises vinieron a la Tierra en el pasado remoto y se cruzaron con los humanos, ¿dónde queda la prueba física de dicha unión? Los investigadores señalan a los numerosos cráneos humanos alargados que se han descubierto en varios continentes. ¿Podrían ser los restos de una especie híbrida, mitad alienígena, mitad humana, tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? Una de las cosas que se ve en las pirámides aquí en la costa de Perú es que están relacionadas con estos cráneos. Podría parecer que esas calaveras alargadas pertenecieran a personas que fueran mitad extraterrestre, mitad humano. Es más, algunos de los últimos análisis del ADN que se han realizado en Perú indican que esta gente son mitad humanos, mitad algún otro tipo de raza. Bueno, el de los cráneos alargados es un fenómeno que se da en todo el mundo. Los encontramos en Centroamérica, en América del Sur, en Egipto. Creo que muy, muy al principio, estos extraterrestres tenían cabezas más alargadas que el cerebro humano normal. Se encuentran por todo el planeta, y nos preguntamos si se trata de algún tipo de civilización avanzada perdida, o si en realidad eran extraterrestres que visitaron diversas culturas y ejercieron una influencia similar. Quizá alguno de esos cráneos alargados son restos que nos dicen que aquellos seres llegaron a existir, y que en la antigüedad se consideraron dioses. De nuevo, se trata de algo que se r á en varias culturas. Los encontramos durante un breve periodo en el antiguo Egipto, bajo el reinado de a k u e n a t ó n y también en Perú, en diversas excavaciones en curso en las que han aparecido cráneos extraños de un tamaño mucho mayor del que deberían tener. Parece bastante evidente que los dioses estaban visualmente relacionados con los cráneos alargados. ¿Podrían ser estas calaveras alargadas, algunas datadas en hace más de 4000 años, la prueba palpable de la existencia de los alienígenas grises en la antigüedad? En ese caso, ¿podrían ser la prueba del mestizaje entre los seres humanos y las civilizaciones alienígenas? Para los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, la respuesta a ambas preguntas es un sí categórico. Quizás se encuentren más pruebas. No sobre la superficie de la Tierra, sino en la de algún planeta cercano. Marte, 31 de julio de 2008. La sonda de Phoenix Mars Lander de la NASA se pone con éxito sobre el suelo marciano. Mientras busca restos de vida microbiológica, el robot encuentra restos de agua congelada bajo la superficie. El descubrimiento de un elemento esencial para la vida dispara la especulación de que Marte hubiera podido ser el hogar de formas de vida alienígena en el pasado. Cuando empezamos a explorar el sistema solar en busca de algún tipo de especie alienígena, Averiguamos que Marte es el mejor candidato para albergarla, con diferencia. Dado que nuestro sistema solar ofrece dos ejemplos de planetas, uno que evidentemente tiene vida porque estamos aquí, y el otro, como Marte, que podría haberla tenido al principio, pero que quizá por estar en un lugar no muy adecuado pudo haber dejado de tenerla, se alimentan las esperanzas de que haya vida en otros lugares del universo. Marte tiene un lugar en nuestro subconsciente y en nuestro folclore que se remonta a la antigua Grecia que adquirió una mayor importancia según nos acercamos a finales del siglo XIX, en el que gracias a la astronomía y los telescopios más potentes pudimos ver, por ejemplo, lo que se conoce como los canales de Marte. La gente empezó a imaginarse una civilización que quizá existió tiempo atrás en aquel planeta y que creó esos canales para transportar o para lo que fuera, pero que por algún t i e m o ¿Qué tipo de cataclismo se destruyó la posibilidad de que hubiera vida en aquel planeta y que les obligara a sus habitantes a emigrar a alguna otra parte? ¿Sería posible que Marte fuera en el pasado un planeta fértil como la Tierra? En ese caso, ¿podría haber albergado a la especie de seres que llamamos los grises, tal y como aseguran algunos de los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? s Todas las mitologías consideran a Marte como el planeta de la guerra, por lo que no se puede descartar que en algún momento en el pasado, quizá decenas o cientos de miles de años atrás, Marte tuviera una civilización que se autodestruyera por algún motivo, y los vencedores en aquella situación escaparan a la Tierra. Nuestros ancestros también estaban convencidos de que había vida en Marte. Marte siempre se ha emparejado con su gemelo cósmico que sería el planeta Tierra. Es como si alguna parte de nuestro ADN nos estuviera diciendo que tenemos que viajar a Marte. Y si tuvimos un hermano en algún momento, lo más probable es que hallemos las pruebas pertinentes en aquel planeta. Todo lo que sabemos de los contactos con vida no humana, tanto en el pasado como en los tiempos modernos, es en cierto modo humanoide. Y lo más probable sería descubrir que esa especie estaría afincada en Marte. Cualquier tipo de especie que encontremos hoy en día en Marte sería subterránea. Es algo bastante interesante para la idea de que los grises ocuparon el planeta rojo. Tenemos constancia de que en la Tierra hubo actividad subterránea. Quizá los grises vinieron precisamente de Marte. Pero si Marte llegó a albergar vida y quizás seres inteligentes. Podría haberse dado la misma situación en otros planetas situados a una mayor distancia o incluso alguna otra próspera civilización. 5 de diciembre de 2011 Los científicos, usando el telescopio espacial Kepler de la NASA, confirman el hallazgo de dos planetas orbitando alrededor de una estrella a la misma distancia del Sol, que se encuentran en una franja estrecha del espacio dentro del sistema solar que se conoce como la zona habitable, en la que los planetas podrían tener agua. E incluso vida. Se han anunciado los descubrimientos de nuevos planetas gracias al Kepler B, y está siendo un periodo muy emocionante para la astronomía. Nuestros telescopios ya son suficientemente potentes para encontrar planetas alrededor de otros soles. ¿Por qué vamos a ser los únicos? El Kepler-22b es un ejemplo. Dos veces y media el tamaño de la Tierra. Gira con una órbita de 290 días. Se parece mucho a las propiedades que se dan en nuestro planeta. Podría ser que los grises o cualquier otro alienígena que nos visitara vinieran de otros mundos que por fin empezamos a localizar. Lo que tenemos aquí es un umbral. La ciencia, la NASA en este caso, ha dado un paso de gigante al reconocer que hemos dejado atrás el campo de las posibilidades y nos hemos adentrado en un reino en el que la teoría de los antiguos astronautas ya no es una teoría, sino que se acerca cada vez más a la prueba definitiva de la realidad. Creo que es muy posible que el Kepler descubra más y más planetas, algunos como la Tierra. Ya baraja la teoría de que haya miles de millones de planetas en nuestra galaxia, y algunos de ellos podrían contener vida inteligente. Si los alienígenas grises tuvieran su origen en planetas habitables como el Kepler-22B, ¿sería la prueba de que llegaran a la Tierra tras un viaje intergaláctico? Según los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, basta con observar las estructuras megalíticas de los templos de la antigua ciudad de Teotihuacán en Centroamérica. La palabra Teotihuacán significa allí donde el hombre conoció a los dioses. La principal razón por la que se levantó justo en ese lugar fue porque en algún momento se produjo algún tipo de contacto extraterrestre en Teotihuacán. Según los expertos, las tres principales pirámides de Teotihuacán se levantaron alineadas exactamente con las tres estrellas principales de la constelación de Orión. Y sorprendentemente, las estructuras más pequeñas contiguas a la avenida principal se colocaron representando el sistema solar. Teotihuacán tiene una calle principal orientada de norte a sur. Al lado y lado de la calle hay diversos edificios, la mayoría pirámides. Cada uno de ellos ocupa la posición de un planeta de nuestro sistema solar. La distancia entre un edificio y otro se corresponde con la distancia entre dichos planetas, incluso el cinturón de asteroides. En nuestro sistema solar tenemos al Sol en el centro, después van Mercurio, Venus, Marte. Entre Marte y Júpiter se encuentra el cinturón de asteroides, luego Urano, Neptuno, Plutón, etc. Pero era imposible que los constructores de la ciudad lo supieran. ¿De dónde procedía ese conocimiento? Cuando observas las pirámides, tienen una forma geométrica especial. Es más, sobre un plano de la Tierra se observa cómo las localizaciones de muchas de esas pirámides forman una cuadrícula geométrica. Quien fuera que tejiera esa red perfecta de pirámides tendría que tener una cultura muy avanzada, probablemente extraterrestre. Son unas estructuras muy extrañas. Si te fijas, primero te preguntas, ¿cómo las construyeron con herramientas primitivas? Si es que tenían herramientas en aquella época. Creo que aquí pasan dos cosas en este planeta: o la Tierra es muy antigua y la vida empezó mucho antes, y los seres humanos existen desde millones de años antes de lo que pensamos, o hubo algún tipo de ayuda extraterrestre. Tenemos monumentos megalíticos e información por todas las culturas alrededor de la Tierra que provienen de algún tipo de fuente exterior. Se remonta a miles de años. Tenemos restos en lugares tan dispares como Armenia, donde encontramos relieves que se a s e m e z a n a los alienígenas irises. En Sumeria, el actual Irak. Aparecieron estatuillas que parecen grises. Las pruebas que tenemos constatan la existencia de estos extraterrestres. ¿Acaso el hallazgo de planetas remotos, en los que podría haber formas de vida, confiere mayor credibilidad a las pruebas de los alienígenas grises en nuestro pasado reciente y prehistórico? Tal y como creen los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, quizás se encuentren más pruebas en las extrañas figuras esculpidas en la roca, conocidas como los reptiles. Chichen Itza, México. Vichayanagara, la India, y la ciudad prohibida en China. A lo largo y ancho del mundo antiguo, se levantaron pirámides y templos dedicados a lo que los habitantes de la antigüedad denominaban los dioses del cielo. Pero sería posible. Tal y como sugieren los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, ¿que los dioses del cielo fueran en realidad una variante de los alienígenas grises conocida como los reptiles? A lo largo y ancho de Centroamérica y Sudamérica, la gente adoraba a una serpiente alada. Pero eso no es todo. En la otra punta del mundo, en la India, también encontramos relatos de serpientes voladoras. Eran muy conscientes de que las serpientes no vuelan. Sin embargo, fuera lo que fuera que vieran volando en el cielo, lo describieron como una especie de serpiente alada. Cuando se produce un contacto con una criatura, siempre acudimos al reino animal para buscar alguna comparación con lo que estamos viendo. Y lo que nos sugiere es que aquella criatura se parecía mucho a nosotros, pero también tenía rasgos reptiles. Así que cuando observamos criaturas, según la ufología moderna, en concreto con los grises, lo que nos encontramos es con una mezcla entre los mismos grises y los reptiles. Algunos expertos creen que antes de contactar con los primates, los alienígenas grises podrían haber visto los reptiles como la forma dominante en la Tierra y que podrían explotar con sus fines reproductores. En ese caso, podrían haber combinado los grises sus genes con el ADN de los reptiles para crear reptiles híbridos que llegaran a coexistir con los primeros homínidos sobre la Tierra. ¿Y podría esto explicar las numerosas representaciones de estos reptiles en la antigüedad? En la antigua India, tenemos a Naga, mitad hombre, mitad serpiente. Se supone que fue una creación del dios Vishnu o Krishna. ¿Pero quiénes eran esos dioses? Según la teoría de los antiguos astronautas, los dioses no eran más que productos genéticos de los extraterrestres. Los Sheki son un conjunto interesante dentro de la tradición Hopi. Están próximos a los reptiles por naturaleza, puesto que son una especie que suele vivir bajo tierra. Si los comparamos con el folclore ufológico, encontraremos que algunas de esas entidades prefieren habitar en bases subterráneas. Si uno se remonta a los tiempos de la Biblia, la descripción de Satán es próxima a la de un reptil. Es muy posible que fuera un reptil extraterrestre que los seres humanos de la época lo interpretaran como algo celestial. Hay varios casos documentados en América del Sur, incluso en Asia. Tenemos la misma referencia de los reptiles y los reyes marcados por el símbolo del dragón. Así que tiene que haber algún tipo de influencia a nivel mundial a partir de una fuente común de origen reptil. En la cultura de la antigua China tenemos los cuatro reyes dragón, que son las deidades del mar. Se dice que tenían un palacio de cristal bajo el mar, pero no bajo el punto de vista mitológico de la invención. De algún modo, esas extrañas criaturas estuvieron en contacto con los primeros chinos, y de aquí que pasaran a formar parte de su propia mitología. No solo tienen rasgos propios de los reptiles, sino que también podían cambiar de forma hasta el punto de adquirir un cuerpo completamente diferente: el de un ser humano. Alienígenas contra humanos. Son cosas que nos cuesta llegar a entender. Pero a lo largo de la historia se han documentado criaturas con forma de reptil y habilidades increíbles, incluso capaces de cambiar de forma. Algunos expertos también han teorizado que los reptiles podrían haber liberado una batalla contra los hombres por el control de la tierra, hasta el punto de provocar la extinción de la especie híbrida. Y obligando a los supervivientes a vivir bajo tierra. Hay pruebas evidentes de que en la antigüedad se presenciaron cosas, tanto si los extraterrestres nos visitaron, como seres que quizá vivían bajo tierra. No lo sabemos, pero hay referencias claras de algún tipo de reptil humanoide que influyó en nuestras culturas. ¿Podrían ser esas leyendas y representaciones de serpientes, reptiles y dragones una manera de documentar los encuentros prehistóricos con criaturas híbridas sobrenaturales producidas por los alienígenas grises, tal y como sugieren algunos defensores de la teoría de los antiguos astronautas? Quizá las pruebas revelen que estamos más relacionados con los grises de lo que nos podíamos imaginar. Washington, D.C. Instituto Nacional de la Salud. Aquí, en 1990, los científicos iniciaron el proyecto del genoma humano para identificar los genes del cuerpo humano y determinar de qué se compone nuestro ADN. Este adelanto científico nos permitió manipular la evolución humana y alterar nuestra propia raza. Pero, o ¿Llegaremos a entender la auténtica naturaleza de los alienígenas grises cuando logremos dominar la evolución humana? Cuando uno se fija en la fisiología de lo que pensamos que son los grises, cabeza grande, o j o saltones, cuerpo larguirucho, hay que preguntarse, ¿tendría sentido como proceso evolutivo? Y la respuesta es no. Pero ¿tendría sentido si esos seres hubieran sido obra de la bioingeniería? Y la respuesta a eso es sí. Eso es lo que me parece más probable que sean los grises. Creo que los extraterrestres que se han encontrado en este planeta es una especie que pudo alterar su propio código genético hasta el punto de permitirles interactuar y asegurarse la longevidad de su especie. Y nosotros somos ese producto. Somos el contenedor genético, si lo prefieres. Una de las razones por las que nos siguen abduciendo, todavía siguen toqueteando el código genético, los grises son nuestros hermanos espaciales. No necesariamente han de ser malvados. Somos el fin de sus medios. ¿Podrían haberse criado los extraterrestres con los humanos? Tendrían que haber pasado dos cosas. Por un lado, tendría que tratarse de una forma de vida basada en el carbono, como nosotros, en principio, por cuestiones meramente químicas. Por otro lado, tendrían que compartir la misma estructura genética. Habría que plantearse la existencia de otro planeta con unas condiciones muy similares, con formas de vida basadas en el carbono, que hubieran evolucionado hacia una especie muy parecida a la nuestra. Y si fuéramos lo suficientemente parecidos, claro que. Habrían podido cruzarse con los humanos. ¿Por qué iban a crear un ser híbrido? ¿Acaso va a sucederle algo a la Tierra y con nuestra estructura genética no podremos sobrevivir? ¿Algún tipo de actividad solar o algo que requiera una modificación genética que nos permitiera la supervivencia? ¿Será por nuestro propio bien como humanos? ¿O lo hacen porque lo necesitan como alienígenas? Si los alienígenas grises se cruzaron con los humanos, ¿podría ser su biología y aspecto el reflejo de una evolución como especie más avanzada? En ese caso, ¿podrían darnos una pista del aspecto que tendremos los humanos en el futuro remoto? Aunque los grises tienen un aspecto muy distinto al nuestro, como cabezas más grandes o cuerpos más pequeños y los ojos negros y grandes, en términos evolutivos necesitas manos, dedos, pulgares, necesitas ojos, orejas, boca, poder comunicarte, porque necesitas ese tipo de forma para avanzar como civilización. Cuando eres una raza súper avanzada tecnológicamente, no necesitas ser muy musculoso, no necesitas ni órganos reproductores si eres producto de la ingeniería genética, biológica y cibernética para funcionar con las habilidades que tenían aquí. Una cabeza súper grande, por ejemplo, alberga un cerebro descomunal y quizá fuera su principal baza. Un cerebro que les permitiera tener una capacidad cognitiva probablemente mayor de la que podamos tener jamás. Un cerebro que podría permitirles desarrollar habilidades telepáticas más allá de la propia capacidad de los humanos. Suscribo la teoría de que fuimos creados a su imagen y semejanza. Se、si、parece al Génesis, ¿verdad? Pero es muy posible que extraterrestres que tuvieran nuestro mismo aspecto, o mejor dicho, a los que nos acabamos pareciendo, vinieran, nos manipularan, alteraran genéticamente lo que hubiera en este planeta y crearan a Dan y Eva hasta convertirlos en el hombre moderno, y que luego se marcharan por la razón que fuera. Hay un eslabón perdido. El eslabón perdido es extraterrestre. Ellos cambiaron nuestro código genético hace e o n e s Y a través de un proceso evolutivo, los humanos se han desarrollado hasta el punto de viajar al espacio. Nuestra propia evolución es el resultado directo de la manipulación genética de los extraterrestres. Pero, ¿podría una especie alienígena como los grises? Viajar a la Tierra desde una galaxia a cientos o quizás miles de años luz. O podrían ser en realidad viajeros del tiempo desde nuestro propio futuro, tal y como sugieren algunos defensores de la teoría de los antiguos astronautas. Lo que tenemos es un cambio en la imaginación en el siglo XX y en el XXI. Los alienígenas grises en realidad son seres del futuro que viajan en el tiempo hasta el presente, que es su pasado, y han evolucionado a esa criatura sin pelo grisácea de ojos saltones. Habría que ver si son realmente interdimensionales, y lo digo porque las pruebas sugieren que son capaces de doblar el tiempo y el espacio con su tecnología. Cuando hablamos de seres interdimensionales, descubrimos que la historia antigua y el futuro son muy parecidos. También explicaría por qué se producen tantas anomalías temporales con esos acontecimientos. Es muy posible que vengan de algún lugar remoto de nuestro futuro. ¿Conoceremos algún día la verdad sobre los grises? ¿Cuál es el secreto de su misterioso origen? ¿Y por qué de existir? Parecen tan interesados en nuestro mundo. ¿Nos están estudiando? ¿Querrán comunicarse? ¿O vienen para prevenirnos sobre nuestro futuro? Erupciones volcánicas. Taparía el sol durante años. Terremotos y tsunamis devastadores. Y es posible que los propios extraterrestres estén influyendo en algunos de estos sucesos. Y asteroides que colisionarán contra la Tierra provocando extinciones en masa. Lo que vemos es que está sucediendo a propósito. Son las peores catástrofes mundiales fruto de la furia de la naturaleza. O las han desencadenado fuerzas sobrenaturales. No deberíamos descartar la posibilidad de que esto sea obra de alienígenas muy avanzados tecnológicamente que buscan la extinción de la raza humana. Millones de personas de todo el mundo creen que los extraterrestres nos visitaron en el pasado. ¿Y si fuera cierto? ¿Determinaron nuestra historia a los extraterrestres de la antigüedad? Y podrían estar relacionados con algunas de las mayores catástrofes mundiales. A desastres. Japón. Viernes 11 de marzo de 2011. A 70 kilómetros en alta mar, al noreste de la isla, un descomunal terremoto de magnitud 8,9 provoca una sacudida explosiva en el fondo del mar. A 320 kilómetros en Tokio. Los edificios empezaron a temblar violentamente. Tras media hora de terremoto, un poderoso tsunami de nueve metros de altura azotó la costa noreste del país, asolando todo a su paso hasta nueve kilómetros tierra adentro. Las autoridades locales calcularon que la brusca subida de la marea provocó 19.000 víctimas mortales. La palabra tsunami significa ola gigante, algo bastante coherente dado que tienen mucha energía y recorren grandes distancias. Principalmente se trata de una cuestión de escala. Es tan enorme que provoca cuantiosos daños cuando alcanza la costa. Se generan por un gran impulso de energía originado en el mar, habitualmente un gran terremoto submarino. Están acostumbrados a los terremotos en esa región, pero tuvieron tan poco tiempo que les fue imposible escapar. Y ya puede ser un país desarrollado y muy sofisticado del primer mundo. Puedes ser una superpotencia que puedes encontrar t e catástrofes de esta magnitud. Según la agencia de noticias japonesa Kyodo, en los días que sucedieron a la catástrofe, se avistaron cientos de o v n i s por todo Japón. De confirmarse, ¿qué podría significar? Resulta curioso que cuando se produjo el tsunami, se produjo un aumento repentino de los avistamientos de ovnis en esa región de Japón. Deberíamos pensar: ¿acaso los extraterrestres están especialmente interesados en lo que nos sucede en determinadas catástrofes y en los acontecimientos que marcan de por vida al planeta? Y es posible que los propios extraterrestres estén influyendo en algunos de estos sucesos. Pero, ¿es realmente posible, tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, que fuerzas extraterrestres sean capaces de provocar semejantes catástrofes? Creta, situada en pleno mar Mediterráneo, es la mayor de las islas griegas. Aquí, en el 365 d.C., esta antigua provincia del Imperio Bizantino fue destruida por un devastador terremoto submarino y el consiguiente tsunami. Según los historiadores romanos, el tsunami también alcanzó Alejandría, en Egipto, así como otras ciudades de la costa mediterránea, provocando graves destrozos. El terremoto de Creta del año 365 fue una de las mayores catástrofes naturales del mundo mediterráneo. Se trató de un seísmo de magnitud 8 en la escala de Richter, así que fue muy grande. Provocó un tsunami y elevó 9 metros la isla de Creta, por lo que se trata de un suceso extraordinario. Los antiguos griegos atribuían los terremotos al dios del mar, Poseidón. La mitología helena lo describía como el agitador de la tierra, dada su capacidad para provocar terremotos, tormentas marinas y maremotos. En la antigüedad, las catástrofes naturales se asociaban a los dioses como una respuesta lógica porque, para empezar, se trata de sucesos mortales, por lo que sus vidas dependían de intentar aplacar o agradar a los dioses que controlan cada fenómeno. Se decía que los dioses vivían en Creta. Todavía se conservan cuevas que podemos visitar que se identificaban con el lugar en el que Zeus había sido criado en sus primeros años de vida. Así que cuando uno ve que sucedió algo en Creta en los albores de la cristiandad, habría que plantearse si quizá cambió el futuro de la humanidad. Quizá fuera a la i d a de Poseidón. Puesto que en aquel entonces los primeros cristianos empezaban su lucha contra el resurgimiento del paganismo. Y aquel tsunami llegó para eliminar todo rastro de la religión pagana del lugar. Y así el cristianismo moderno adquirió una posición dominante. Pero, ¿fue el dios Poseidón tan solo una figura mitológica y legendaria? ¿O quizá este ser sobrenatural pudo haber tenido un origen fuera de este mundo, tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? Poseidón siempre se representaba llevando como arma un tridente: un tridente que podía provocar terremotos y tsunamis. Podía controlar los mares con él. Quizá deberíamos plantearnos si se trataba de algún tipo de aparato extraterrestre de alta tecnología. Las armas que portaban los dioses griegos podían compararse con el armamento contemporáneo. Es curioso que la Armada de los Estados Unidos. Desarrollara misiles nucleares para sus submarinos con los nombres de Poseidón y Tridente. Quizá Poseidón desencadenara su ira sobre los antiguos cretenses por haberlo rechazado como dios. Sería posible que las grandes catástrofes producidas por terremotos y tsunamis estén siendo desencadenadas por tecnología alienígena. Tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas. En ese caso, ¿podrían haberse provocado estos trágicos acontecimientos para alterar el curso de la historia de la humanidad? Quizás se encuentren pruebas en la tecnología militar moderna, diseñada para usar el tiempo como un arma de destrucción masiva. Haití, 12 de enero de 2010. A las 4 y 53 de la tarde, un feroz terremoto de magnitud 7.0 sacudió su capital, Puerto Príncipe, provocando graves destrozos. Fue el peor terremoto que había azotado a la isla en más de 200 años. Un terremoto que no afecta a nadie se considera un riesgo natural. Cuando alcanza la tierra y afecta a la población es cuando se convierte en una catástrofe natural. Y cuando tenemos un gran sistema que afecta a mucha gente, con muerte y destrucción, lo denominamos mega desastre. Según los medios locales, los misioneros en Haití presenciaron una extraña bola de luz flotando en el cielo, menos de 24 horas antes de que se produjera el terremoto. A lo largo de la historia se tiene constancia de o v n i s relacionados con los terremotos. Los científicos ignoraron el fenómeno de las luces del terremoto hasta los años 60. Cuando fueron fotografiadas en Japón, se acabaron dando cuenta de que se trata de un extraño fenómeno aéreo que acompaña a los terremotos. Denominado habitualmente clima de terremoto, los científicos han relacionado este extraño fenómeno con la actividad geofísica que precede a un seísmo. Los terremotos se producen cuando las placas de la superficie terrestre se rozan entre ellas de forma súbita. Ese movimiento libera una gran cantidad de energía. Si tan solo fueran las placas tectónicas las que liberan, por ejemplo, esa descarga en el aire, se consumirían rápidamente, pero estamos hablando de luces brillantes que flotan y tardan en desaparecer. ¿Podría esa descarga súbita de energía producir esas extrañas luces en el cielo sobre las zonas en las que se producen terremotos? O quizá las luces y lo que se consideran catástrofes naturales tengan un origen más tecnológico. En 1996, el Ejército del Aire de los Estados Unidos encargó un estudio secreto llamado el Informe 2025. En él, el Ejército examinaría la viabilidad de las aptitudes y tácticas de combate en el año 2025. Una de las áreas que se consideraba lista para investigar, explotar y desarrollar era la alteración del tiempo atmosférico como una herramienta de batalla. Podría pensarse que emplear el clima como un arma es algo propio de la ciencia ficción, como la idea de pulverizar naciones enteras, alterando y sirviéndose de los fenómenos atmosféricos. Pero se trata de un informe constatable que es dominio público. Sabemos a ciencia cierta que el gobierno y los estamentos militares se encuentran investigando la manera de usar el clima como un arma. Una de las grandes ventajas al usar el clima como un arma es que es muy difícil probar quién te ha atacado. La otra es que el tiempo atmosférico puede provocar más daños que cualquier arma. Podría producirse, por ejemplo, una terrible tormenta eléctrica que atravesara los Estados Unidos y provocar una destrucción a nivel nuclear allá por donde pasara. Ha habido varios intentos para controlar el clima durante una contienda bélica. El más conocido de todos ellos se produjo en Vietnam. Se realizaron verdaderos esfuerzos para cubrir de nubes la ruta Ho Chi Minh y provocar lluvias torrenciales. Al provocar inundaciones en el norte y en la línea de suministros del b i e n Kong, se reduciría su utilidad y obstruiría los suministros de las guerrillas del sur. Y desde luego se generaron nubes con éxito. Si el ejército pudiera manipular el clima para provocar grandes tormentas o incluso catástrofes, ¿Se trataría de una innovación reciente? ¿O quizás se encuentren pruebas del uso militar del tiempo atmosférico en la antigüedad? El relato sobre una gran inundación que destruyó el mundo se encuentra n en los mitos primigenios de diversas culturas ancestrales a lo largo y ancho del planeta. Tanto en la Biblia de los hebreos como en el Corán de los musulmanes se describe una inundación legendaria en el relato del Arca de Noé. Dios estaba descontento con el pueblo por su conducta pecaminosa y, como castigo y acto de purificación a la par, envió el diluvio universal. Morirían la mayoría de seres vivos, salvo algunos pájaros y peces. Pero le dijo a Noé cómo debía construir la nave con la que sobreviviría a la tormenta. Noé debería recoger parejas de los animales que respiraran sobre la tierra y subirlos a ellos y a su familia al arca. Después llovería durante 40 días y 40 noches. Se inundaría toda la tierra y todos los animales y el resto de personas sobre la superficie morirían. En la antigua Mesopotamia, una historia similar sobre una inundación catastrófica aparece grabada en tablas de arcilla fechadas en el 2000 a.C. Conocida como la Epopeya de Gilgamesh, este antiguo poema sumerio describe cómo los dioses, enfadados, enviaron una gran inundación que destruiría a la humanidad, mientras tan solo unos pocos escogidos llegarían a sobrevivir. Los dioses habían creado una humanidad para llevar a cabo la labor que fuera. Sin embargo, según los antiguos relatos de Mesopotamia, los humanos empezaron a causar demasiados problemas. Empezaron a incordiar, a rebelarse, y llegó la hora de erradicarlos. Y eso es lo que narran todos esos viejos relatos de la creación. Pero acaso el relato de la gran inundación que sepultó la Tierra fue tan solo fruto de la imaginación del hombre? ¿O sucedió en realidad? En ese caso, ¿tal destrucción podría haber tenido un origen extraterrestre, tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? Si la raza humana a principios del siglo XXI emplea el clima como un arma, ¿por qué no lo habrán podido desarrollar alienígenas de algún mundo remoto? Si en la antigüedad los extraterrestres fueron capaces de algo así, creo que no deberíamos descartar la posibilidad de que algunas de esas inundaciones históricas no fueran obra de los dioses, sino de alienígenas muy avanzados tecnológicamente que buscaban la extinción de la raza humana. Se han recogido más de mil mitos distintos en culturas de todo el mundo sobre esas inundaciones. Y los arqueólogos han tendido a decir, Que ha sido simplemente porque la fantasía funciona del mismo modo para todo el mundo. Sin embargo, creo que hay una explicación mucho más sencilla para la universalidad del mito de la inundación. Creo que es el recuerdo de lo que sucedió al final de la Edad de Hielo. Lo misterioso del caso es que, además del recuerdo de una destrucción a nivel mundial, También perdure el de seres prácticamente divinos con poderes increíbles y habilidades que se vieron envueltos en ese cataclismo. Los relatos del diluvio son muy, muy curiosos. Todos aseguran que los ángeles, dioses, o como prefiera denominarse hoy en día, se cansaron de la humanidad y quisieron erradicar o esquilmar la raza humana. Ahí mismo tenemos el ejemplo perfecto de que quizá los extraterrestres estaban descontentos con el Homo sapiens y que podrían haber generado algún tipo de catástrofe, alguna inundación que eliminara la humanidad. Pero también es posible que determinados extraterrestres benévolos nos advirtieran de la catástrofe inminente Para que no pereciera todo el mundo. ¿Podrían haber sido las míticas inundaciones de la antigüedad el resultado de la influencia extraterrestre? ¿O podría ser, tal y como sugieren los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, que los alienígenas ayudaran a la humanidad a sobrevivir a la furia de la naturaleza? Quizás se encuentren más pruebas cerca de uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. Los volcanes activos. República de Indonesia, en el sudeste asiático. Este archipiélago, que comprende más de 17.000 islas, alberga 129 volcanes activos. Aquí, En abril de 1815, el volcán Tambora explotó y provocó un cataclismo de fuego, humo y ceniza. La cantidad de material liberado a la atmósfera, que se calcula que fue 120 toneladas cúbicas, lo convierte en la mayor erupción volcánica de la historia. Con casi 71.000 víctimas mortales, Fue la erupción más mortífera del mundo. Tuvo un impacto a nivel mundial. El año 1816 pasó a la historia como el año sin verano. Y la razón es porque grandes erupciones volcánicas emitieron gran cantidad de ceniza y aerosoles a la atmósfera y llegaron a bajar la temperatura media mundial. Un volcán en sí mismo no es ninguna catástrofe, pero cuando entra en erupción y afecta a un gran número de personas, sí. Las erupciones volcánicas han matado a millones de personas a lo largo de la historia. Según la tradición religiosa del lugar, los volcanes son lugares sagrados. Y la erupción del Tambora se ha considerado obra de los dioses. Pero, ¿por qué? Los expertos aseguran que se pueden hallar respuestas cerca del volcán más volátil en Indonesia hoy en día, el Merapi. Un lugar que, según el misticismo de Java, se considera el centro del mundo. Por extraño que parezca, este volcán sagrado se encuentra a tan solo 45 kilómetros de un misterioso templo budista llamado Borobudur. Cuando tenemos que hacer frente a determinados templos, algunos resultan más interesantes que otros. Pero en este caso tenemos un lugar francamente curioso, porque se dice que esa montaña es el centro del universo. Y eso, en la mitología, siempre está relacionado de algún modo con la ascensión o el descenso de un dios muy importante, en ocasiones una deidad creadora o similar. Construido durante los siglos 8 y 9. El templo de Borobudur fue diseñado como una pirámide escalonada y cuenta con una gran cúpula en lo alto, rodeada de 72 estatuas de Buda, todas ellas asentadas sobre una construcción acampanada llamada estupa. ¿Sería posible, tal y como creen los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, que el templo y las estupas fueran erigidas para honrar a seres de otros mundos y que su nave espacial hubiera llegado al Merapi en la antigüedad? ブロブドゥルは、ブロブドゥル a ブロブドゥルは、ブロブドゥ n t ブ l s ド e l は、ブロブドゥ en, en aquel lugar en el c は、n c r e t o e l volcán era tan descomunal para e l l o s y se escapaba de su conocimiento hasta el punto de levantar estupas orientadas al cielo. Porque cada estupa en ese complejo representa un carro de los dioses con los que alcanzar literalmente el espacio exterior. Se trata de un templo con una forma muy específica. Parece una especie de pirámide achatada con una punta que sobresale, como si algo hubiera aterrizado. La cuestión es: ¿por qué lo construyeron así específicamente? ¿Acaso fue el recuerdo visual que tenían de algo que había sucedido o que todavía se producía de manera habitual? A lo largo y ancho del mundo, los volcanes han estado relacionados con algún dios que los controlaba, que provocaba terremotos y erupciones devastadoras. Es más, en Indonesia la gente cree que hay una ciudad entera de dioses dentro del Merapi. Cuando leo los relatos que hablan de los antiguos dioses de los volcanes, que descienden o ascienden por su interior, me pregunto a mí mismo: ¿estamos hablando realmente de algo fruto de la imaginación de nuestros antepasados? ¿O existe algo de verdad detrás de todo esto? Y la respuesta es sí. No se trató de ningún tipo de acontecimiento espiritual. Sino el momento del descenso de los extraterrestres con sus naves espaciales llenas de tuercas y tornillos. ¿Pero qué tienen los volcanes que atraen tanto a los visitantes del espacio? ¿Y podrían tener la capacidad de desencadenar erupciones volcánicas? Aquí, en pleno océano pacífico, se encuentra el Kilauea. No ha dejado de escupir lava desde 1983 y se considera el volcán más activo del mundo. Según las leyendas hawaianas, este volcán es la morada de Pele, la diosa del relámpago y del fuego. Vive en el cráter de ese volcán enorme en la isla mayor. Y yo he estado ahí. El cráter es muy grande y es fácil imaginarse a una diosa poderosa viviendo allí. Ha llegado de algún lugar entre las nubes, directamente del cielo. Y lo misterioso es que no sabemos dónde se encuentra. ¿Sería posible? Tal y como sugieren los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, que el origen de la leyenda de p e l é sea el contacto con seres extraterrestres? Del mismo modo que el ejército de los Estados Unidos ha vaciado el monte Cheyenne, cercano a Colorado Springs, para crear una base militar secreta prácticamente impenetrable dentro de una montaña, nos encontramos con relatos similares de dioses de la antigüedad o extraterrestres haciendo lo propio con los volcanes. Usándolos como bases. Y si se corría el riesgo de que la gente los descubriera, o si la gente levantaba casas o ciudades demasiado cerca, los alienígenas provocarían una erupción. ¿Hay algo extraterrestre detrás de las historias de dioses volcánicos? Rotundamente sí. Porque a lo largo y ancho del mundo, nuestros antepasados adoraban a la naturaleza. Estaba el dios del trueno, el dios de la lluvia, incluso el dios del volcán. Sin embargo, había una delgada línea entre adorar a la naturaleza Y adorar algo más. Y me refiero a los extraterrestres, viajeros espaciales que llegaron desde otro sistema planetario. ¿Y si algunos de los volcanes más activos del planeta hubieran albergado fuerzas extraterrestres, tal y como sugieren los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? Los expertos creen que se pueden obtener pistas. En uno de los lugares más áridos y mortales de la Tierra. El desierto del Sáhara. Una franja que cruza el norte de África con una extensión de casi 9 millones de kilómetros cuadrados. Y uno de los lugares más abrasadores y formidables de la Tierra. Con una media anual de lluvia de escasos milímetros, los humanos han librado una batalla sin tregua para adaptarse a estas condiciones extremas o morir. Los historiadores se han preguntado en numerosas ocasiones qué convirtió al desierto del Sáhara en una de las zonas más inhóspitas y áridas del planeta. Pero en el Sáhara argelino, en la región de Tasil s en Adjer, Numerosas pinturas rupestres, algunas fechadas en el 8000 a.C., reflejan una época en la que la tierra era próspera, rebosante de vida. Pero, ¿qué pasó? Las escenas que se ven en Tassir y n a r k e r son extrañísimas. Muestran un s á h a r a fértil. con jirafas, antílopes y otros animales que tan solo se encuentran en el centro de África. Y para colmo, entre ellos aparecen dibujos de lo que incluso los arqueólogos han llamado los marcianos y los hombres del espacio, con extraños cascos y trajes. Tienen el aspecto de extraterrestres. Los petroglifos de ese lugar Son increíbles. Parecen astronautas de hoy en día con trajes, con cascos, con visores. Y según las leyendas de la región de Tassili, los nativos recibieron una visita en el momento en el que estaba a punto de producirse un cambio climático. Es posible que la razón por la que tengamos esas representaciones de alienígenas en la antigüedad. Sea porque ayudaron a los nativos a buscar una nueva tierra a la que desplazarse cuando se produjo el cambio climático? ¿Visitaron los extraterrestres esta región hace miles de años? En ese caso, ¿advirtieron a los lugareños de un inminente cambio climático que desencadenaría una migración en masa? Los defensores de la teoría de los antiguos astronautas creen que la respuesta es sí. Y como prueba de ello, apuntan a las ancestrales leyendas orales de la tribu del África Occidental conocida como los dogones. Según los propios dogones, fueron guiados por sus dioses pez alienígenas, los g nomos, hasta una zona junto al río Níger. En la que había mucha más agua. Tuvieron que cruzar el inhóspito Sáhara para encontrar su nueva tierra. Y la explicación que dan es que los dioses del espacio los condujeron hasta una región fértil en la que pudieron establecer su civilización. Describen a los gnomos descendiendo en una especie de aeronave. La tribu Dogon ofrece detalles bastante curiosos que recuerdan a los o v n i s Un disco alargado girando sobre sí mismo que provoca mucho ruido, y levanta mucho viento al descender a la tierra, y del que salen los gnomos. Es un relato que, curiosamente, se repite en muchas otras culturas. El del avistamiento de seres que descienden de los cielos a la tierra. ¿Eran dioses o eran extraterrestres? Aún hoy en día, los Dogones se consideran hijos de los gnomos. Extraños dioses que llegaron desde la constelación de Sirio. La t r i b u d o g o n observa la constelación de Sirio y están convencidos de que los visitaron y les contaron cómo era aquella constelación. Un sistema binario del que no supimos hasta años después. ¿Cómo es posible que ellos lo supieran? Los dogones se han centrado siempre en el relato, en la información de que sus ancestros habían estado en contacto con una inteligencia que no era humana. La cuestión es: ¿cómo lo lograron? Quizá provinieran del desierto del Sahara, de alguna cultura, como la de Tassili-Nat-Her, y que los d o g o n fueran descendientes de ese pueblo. ¿Podrían ser las pinturas rupestres de Tassil i Nather y las leyendas de la tribu Dogon la prueba palpable del contacto alienígena en el pasado remoto, tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? Quizás se encuentren pruebas que lo corroboren en el otro hemisferio, en una excavación arqueológica próxima a la ciudad de c h i f e n g en China. Aquí, Los expertos han encontrado estatuillas de más de 5.000 años y otros restos arqueológicos esculpidos por un pueblo neolítico llamado Hongshan. El pueblo Hongshan, en China, es famoso por sus extrañas esculturas, estatuillas de jade que representan a sujetos con la cabeza alargada, con un aspecto propio de un extraterrestre. Pero lo más curioso entre las estatuas de la cultura Hongshan es esto: la imagen de lo que muchos expertos y arqueólogos consideran la representación de un gran cometa o meteoro, similar al que, según los investigadores, cayó en la región hacia el año 3000 a.C. Las pruebas que tenemos de que se produjera esa gran catástrofe aproximadamente entre el año 3113 y el 3116 a.C. n t e de s r i s t o es tan fascinante que un equipo conjunto de Harvard y Princeton se centró en estudiar las plataformas de hielo en la cordillera de los Andes a su paso por Perú. Excavaron y aseguraron que se había producido una enorme glaciación de la Tierra, una catástrofe de proporciones gigantescas que había congelado incluso a los peludos mamuts con vegetación tropical en la boca, que había congelado el planeta entero en aquel entonces. Pero, ¿cómo es posible que en la antigüedad se hubieran anticipado 160 años a la caída de un funesto meteorito? Parece que es probable que sus dioses extraterrestres les hubieran prevenido frente a una catástrofe inminente y de ese modo pudieron marcharse y encontrar un nuevo lugar en el que asentarse. En caso de que esas inscripciones se hubieran realizado antes de que tuviera lugar aquel acontecimiento, alguien les tendría que haber proporcionado ese conocimiento. Y según la teoría de los antiguos astronautas, fueron los extraterrestres los que se lo ofrecieron a la cultura Hongshan. Ante la duda de si se trata de una mera coincidencia o si se trata de alguna inteligencia que mueve los hilos de estos meteoritos y cometas, nuestros antepasados estaban convencidos de que detrás había una inteligencia que lo controlaba. Podría haber determinados cometas programados para traer la vida y podría haber determinados cometas programados para traer la destrucción. ¿Y si el pueblo Hongshan, al igual que los antepasados de la tribu Dogon, Hubieran recibido advertencias frente a catástrofes inminentes por parte de seres extraterrestres, tal y como aseguran muchos de los defensores de la teoría de los antiguos astronautas. En ese caso, ¿por qué? ¿Acaso los visitantes de otros planetas querían salvar las vidas de los habitantes de la Tierra? O quizás se proponían algo más: algo que cambiara el curso de la historia de la humanidad. 8 de noviembre de 2011. Un asteroide colosal de 400 metros de diámetro pasa rozando la Tierra a la vez que se adentra en la órbita de la Luna. Es lo que se conoce como un objeto próximo a la Tierra. Es un toque de atención. Nos indica que estos objetos son reales y que pasan muy cerca y que algún día pasarán tan cerca que acabarán impactando. Hay cerca de un millón de objetos próximos a la Tierra suficientemente grandes como para causar un elevado grado de destrucción. Me refiero a que si cayeran sobre una ciudad, la destruirían, podrían matar a millones de personas. El impacto de un asteroide importante, uno grande, podría ser devastador para el planeta. Taparía el sol durante años y entraríamos en una nueva edad de hielo en la que moriríamos de hambre. Según la ciencia generalista, uno de estos objetos, un asteroide de 9 kilómetros y medio de diámetro, cayó sobre la Tierra hace 65 millones de años y desencadenó una catástrofe a nivel mundial que cambiaría para siempre la historia de nuestro planeta. El cráter de Chichulú, en el Yucatán, en México, es el mayor cráter de la Tierra fruto de un impacto. Tiene un diámetro de 180 kilómetros, es descomunal, y representa un suceso que tuvo lugar al final del periodo cretácico, hace 65 millones de años, que coincide en el tiempo con una extinción en masa. Dicha extinción acabó con muchos animales y plantas, en particular con los dinosaurios. Muchos científicos siguen estudiando los detalles del impacto que provocó la extinción de los dinosaurios. Encontraron el cráter en cuestión, el vestigio del arma del delito. Por el tamaño del cráter, podemos deducir la energía que se liberó: el equivalente a. 100 millones de megatones de TNT. No tenemos ningún otro ejemplo tan evidente, pero seguro que ha habido otros impactos como ese sobre la Tierra a lo largo de la historia. ¿Acaso fue esa devastadora colisión el resultado de la casualidad de un accidente intergaláctico? ¿O podría tratarse de algo planificado? Tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas. Y en ese caso, ¿por qué? La razón por la que algún tipo de fuerza alienígena quisiera provocar la extinción de los dinosaurios y otros animales de gran tamaño podría ser para convertir la Tierra en un lugar más tranquilo para las personas. Con los maremotos y terremotos, con catástrofes que provocan extinciones en masa, La Tierra se convierte en un lugar mejor para vivir. Podemos mantener nuestra civilización mucho más protegida sin tener que preocuparnos por animales gigantes acosando nuestros hogares a todas horas. Podríamos preguntarnos: ¿por qué harían esto los extraterrestres? Y la respuesta es muy sencilla: Somos su producto, somos sus vástagos. Nos tratan como si fueran nuestros creadores y nosotros su descendencia, por lo que pueden tomar decisiones sobre la humanidad a partir de sus necesidades. Quizá las hayan visto satisfechas y decidieran que ya no necesitaban a la humanidad, así que les resultaba fácil erradicarla para seguir perpetuando su existencia. Si los alienígenas nos están visitando y no son necesariamente hostiles, sino que simplemente se han visto ovnis durante terremotos, tsunamis, inundaciones, tornados, ¿para qué preocuparse? Si se contempla a los humanos desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista científico, siempre nos vemos por encima de todo. Algo tan descomunal y maravilloso como que los humanos no existen en ninguna otra parte del universo. Me imagino que los extraterrestres se cansarían de nuestra arrogancia e ignorancia y nos dijeran. Hemos intentado enseñaros desde hace siglos, pero todavía creéis que sois lo más grande del universo, así que ya basta, os volveremos a castigar. Habría que plantearse si los extraterrestres, con su supertecnología, han podido estar involucrados en algunas de esas catástrofes o si incluso las provocaron para cambiar la historia. Sabemos que nuestros antepasados sobrevivieron a las mayores catástrofes. Y en todas las ocasiones siempre ha habido una inteligencia dispuesta a ayudarnos y a asegurarse de que sobrevivimos. Y la pregunta es: si va a pasar algo en el futuro, ¿vamos a volver a confiar de nuevo en la ayuda que nos brinde una inteligencia no humana? Terremotos desoladores e inundaciones mortales. Erupciones catastróficas y colisiones interplanetarias. ¿Son los m e g a d e s a s t r e s de la Tierra tan solo la consecuencia de sucesos naturales? ¿O acaso la humanidad es un mero peón en un gran experimento cósmico maquinado por fuerzas extraterrestres? s ¿Y si fuerzas alienígenas hubieran manipulado la historia de la humanidad para ponernos a prueba, para hacernos más fuertes? ¿Y si estuvieran allanando el camino para el futuro de la Tierra? Un futuro en el que los humanos ya no existirían. Avistamientos misteriosos en el espacio. Los astronautas informan r á que habrán visto cosas propias de una presencia alienígena. Extrañas formaciones sobre la superficie de Marte. Algunos científicos de la NASA aseguran que se trata de un juego de luces y sombras. Y rumores que hablan de misiones lunares con planes secretos. ¿Fue en realidad la carrera a la Luna para recuperar la tecnología que había dejado abandonada una raza alienígena? ¿Comparte la NASA todo lo que sabe acerca del universo? ¿O no nos p r o t e g e de la verdad? El informe Brookings dice muy específicamente: número uno, un prohibido contárselo a nadie. Si alguien se entera, el tejido de nuestra civilización se hará ñicos.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 La conexión Nasa 20 de julio de mil novecientos sesenta y nueve. Los astronautas estadounidenses Neil Armstrong y Edwin Basaldrin se convertirían en los primeros humanos en pisar la luna. Nosotros, los alienígenas que bajamos por la escalerilla el 20 de julio de 1969, pertenecíamos a una raza esplendorosa. Que de repente aparecía en el jardín del ED. é La llegada a la Luna se produjo gracias al valor. Fuimos valientes, estábamos dispuestos a asumir el riesgo. Teníamos al presidente de nuestra parte y nos dijo que lo lograríamos. Veo a todo el personal de la era del Apolo como héroes. No solo a los astronautas que viajaron, sino a los cientos de miles de personas que l hicieron posible desde la superficie. Trabajaron con un plan muy preciso. Sabían a dónde querían ir. Desarrollaron la tecnología y caramba, si lo consiguieron. Fue un logro mayúsculo. Quizá el mayor logro científico-técnico de la historia de la humanidad. Durante más de dos horas y media. Armstrong y Aldrin caminaron sobre la superficie de la Luna. Las imágenes mostraban a los dos astronautas recogiendo muestras de rocas, sacando fotos y plantando una bandera de los Estados Unidos en el suelo lunar. Pero, ¿qué podrían haber hecho fuera de cámara? ¿Podrían haber llevado a cabo otra misión, quizás secreta, tal y como sostienen los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? s c u á n o Cuando el Apolo 11 alunizó, tenían que revisar diversos lugares. Aunque habían orbitado alrededor de la Luna, había determinadas zonas que tenían que examinar cuidadosamente y fotografiar. Habría que preguntarse si la NASA había escogido determinadas zonas de la Luna y el origen de esa elección era la existencia de estructuras artificiales en el satélite que ya conocían. Según los datos de la NASA, la región lunar conocida como el Mar de la Tranquilidad fue recogida como primera base de alunizaje al tratarse de una superficie plana. Pero algunos expertos sugieren que se optó por dicho emplazamiento, dado que, en esa fecha, las coordenadas lo alineaban directamente con el cinturón de Orión. El criterio para escoger el lugar del alunizaje se basó en la elección previa de una fecha, latitud, longitud y hora específicas. Después habría que planear el viaje de vuelta para crear lo que se denomina una ventana de lanzamiento. La persona que escogió la fecha y la hora del alunizaje del Apolo, incluida la misión del Apolo 11, fue un hombre llamado f a r u k el Bad. Resulta que su padre era experto en la religión estelar del antiguo Egipto. Según las antiguas creencias egipcias, las ceremonias que se realizaban justo debajo del cinturón de Orión producían una alineación sagrada. Gracias a la cual los humanos se podían comunicar con Osiris. Para los antiguos egipcios, esa constelación era la viva encarnación del gran dios Osiris. Sirio era la representación de su esposa, hermana y consorte, Isis. Juntos dominaban los cielos, y la vida del pueblo egipcio venía dictada por la rotación, el movimiento y la ubicación de ambos objetos celestes. El Apolo 11 alunizó un día y a una hora específicos en los que las tres estrellas del cinturón de Orión estaban en el horizonte. En ese momento, 33 minutos después de posarse sobre la Luna, b u z z Aldrin, el segundo hombre en pisarla, un masón de grado 33 del rito escocés, en realidad estaba realizando una ceremonia a bordo del módulo lunar con Neil Armstrong. Sirvieron vino en dos cálices, partieron pan y llevaron a cabo una ceremonia denominada comunión. Lo curioso de una ceremonia de este tipo es que, aunque es católica, sus orígenes se remontan en el tiempo hasta una ofrenda ritual al mismísimo Osiris. Así que básicamente le realizaron una ofrenda a ese dios egipcio. Por eso creo que llegaron a la luna aquel día a aquella hora. Ciertos rituales se tienen que llevar a cabo en determinados momentos para que se produzca ese vínculo con una inteligencia no humana. La casta sacerdotal de nuestros ancestros, tanto a través de la tecnología como de otros medios, fue el grupo humano que salió a la búsqueda del contacto con esa inteligencia. Eran los que se entrenaban para conseguirlo, del mismo modo que los científicos de hoy en día, a los que hemos entrenado para que sean las personas que van a salir al espacio exterior. Sobre la superficie lunar se dejó instrumental científico, una bandera estadounidense y una pequeña placa que conmemoraba la misión del Apolo 11. Pero también se dejaron otros objetos: una bolsa que contenía una réplica en oro de una rama de olivo, así como un disco de silicio con mensajes de paz y buenas intenciones grabados por 73 líderes mundiales. ¿Por qué se llevaron esos mensajes simbólicos al espacio? ¿A quién esperaba encontrarse la NASA en la Luna? Cuando hablamos de las misiones lunares del Apolo, nos encontramos con algunas teorías que sugieren que podrían existir grandes ciudades en la cara oculta de la Luna, ciudades de las que la NASA tenía constancia. Y por las que se habían programado las misiones, y de las que se habían obtenido restos arqueológicos que se habían traído a la Tierra. ¿Podría ser que no hubiéramos ido a buscar rocas lunares como muestra, sino quizá tecnología alienígena? Si los extraterrestres estuvieron en este planeta, de lo que estoy seguro, también encontraremos pruebas en la Luna, porque es un lugar de parada obligada. Si vienes con una nave nodriza y tienes que repostar, cualquiera que sea el carburante, tanto si son rocas como uranio o cualquier cosa que se encuentre en la superficie lunar, tendría sentido que se encontraran indicios, indicios tecnológicos de que hubiera habido alguien. Durante los últimos años, Los responsables del programa espacial de la NASA han admitido haber traspapelado las grabaciones originales de algunos a l u n i z a j e s Incluso haber perdido rocas recogidas en la superficie lunar. ¿Podrían tratarse en realidad de pruebas de un posible contacto alienígena, tal y como consideran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? Algunos aseguran que las fotos que ha tomado la NASA, tanto de la Luna como de Marte, indican que saben más de lo que nos dicen. Tendríamos que hacernos a la idea de que nos han contado la mentira colectiva de mayor envergadura de nuestra vida. Nos han ocultado grupos no humanos que básicamente tienen un impacto sobre la vida de la Tierra. Y se encontrarán pruebas en la cara oculta de la Luna y sin duda también en Marte. Cuando vemos fotos de Marte tomadas por una sonda no tripulada, siempre aparece algo extraño que no parece propio del lugar, sino más bien una estructura. El propio Carl Sagan hablaba de las pirámides del Elíseo, unas enormes pirámides tetraédricas sobre la superficie de Marte. Tenemos algunas fotografías extrañas de la superficie de la cara oculta de la Luna y de la superficie de Marte. En ella se ve lo que parecen ser objetos artificiales, como edificios antiguos. En Marte, una fotografía de la Mariner revelaba una cara sobre la superficie del planeta. Y en fotografías posteriores, la cara había desaparecido y a su alrededor había algo parecido a una puerta. Algunos científicos de la NASA Aseguran que se trata de un juego de luces y sombras. Otros, también de la NASA, aseguran que en Marte sí que existen pirámides. En este momento no sé cuál es la verdad. Hay gente que cree que después del incidente de Roswell, el gobierno de los Estados Unidos entabló comunicación con seres extraterrestres. Otros creen que no se contactó con ellos hasta las misiones del Apolo. Y otros creen que no se ha producido ningún contacto directo con ninguna especie extraterrestre. En mi opinión personal, creo que la NASA sí llegó a tener en algún momento un canal directo con los extraterrestres. Pero, si la NASA ha tenido pruebas físicas de vida extraterrestre, tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, ¿qué están ocultando? ¿Podría haber encontrado la NASA pruebas de la existencia de vida extraterrestre en la Luna? ¿Y podría haber aún más pruebas de presencia alienígena, tal y como presenciaron los astronautas del Transportador Espacial y de la Estación Espacial Internacional? Centro de Investigación Ames de la NASA, Moffett Field, California. El 5 de diciembre de 2011. Los astrónomos responsables del telescopio espacial Kepler anunciaron el descubrimiento de un planeta al que llamaron Kepler-22b, orbitando dentro de lo que se conoce como la zona habitable de una estrella lejana. El descubrimiento de hoy es un fascinante indicio de que con el tiempo el Kepler quizá encuentre planetas análogos a la Tierra. El Kepler-22b está a unos 600 años luz de la Tierra. Queda muy lejos, pero sí que se encuentra en una órbita que le proporciona durante el día temperaturas comparables a las de San Francisco en verano. Es la primera vez que encontramos un planeta que podría tener océanos líquidos, quizá una atmósfera densa o incluso vida. Lo que queríamos conseguir en primer lugar es comprender cómo funcionan otros sistemas planetarios. Pero también nos encantaría encontrar otros planetas como la Tierra. Planetas en la zona habitable de estrellas como el Sol. ¿Pero sería posible que los científicos de la NASA hayan estado buscando una vida de la que ya conocen su existencia? Hay quien cree que viajes espaciales anteriores hubieran desvelado pruebas de una presencia extraterrestre. e El 12 de septiembre de 1991, el transbordador espacial Discovery STS-48 voló a casi 550 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra. Su tripulación, con el capitán John Creighton al mando, llevó a cabo varias misiones, incluyendo el lanzamiento del Apple Atmosphere Research Satellite. Free drift. Free drift, free drift. Mientras los astronautas estaban ocupados con diferentes tareas, una videocámara en la compuerta del muelle de carga grabó imágenes que la NASA asegura que ya no existen. Pero un grupo de aficionados que estaban monitorizando directamente las transmisiones recogieron grabaciones que aseguran que pertenecen al STS-48. En el vídeo se ven lo que parecen ser una serie de objetos brillantes no identificados y luces destellantes que cambian de dirección y aceleran a gran velocidad. Al parecer. El transbordador espacial estaba rodeado de algunos ovnis, un platillo volante, una especie de nave. Se desplegó una especie de escudo durante unos instantes alrededor del transbordador. Y después el ovni y todo lo demás desapareció. Uno de los astronautas afirmó sin tapujos a través de un canal abierto: ¡Eh! ¡Nos está siguiendo una nave alienígena! Y de repente se corta la transmisión. Creo que se dio cuenta de que estaba en un canal público, no en el privado. E inmediatamente cambiaría de señal para describir lo que estaba viendo. Conocía a todos y todos me habían contado cosas, pero nadie aportó ninguna prueba. En un lado de la moneda está ahí fuera. ¿Ha estado ahí? Yo no tengo pruebas. Los responsables de la NASA aseguran que en las imágenes se ve el reflejo del Sol sobre partículas de hielo. Pero, ¿sería posible que las transmisiones de vídeo del transbordador espacial c a p t u r a r a n más de lo que los responsables de la NASA quieren admitir? De vez en cuando, los astronautas que han viajado en un transbordador espacial afirman haber visto y vivido cosas inexplicables en el espacio y que podrían deberse a una presencia alienígena. Desde que la humanidad salió al espacio exterior, ha habido informes en los que astronautas afirman haber visto algo mientras se encontraban a bordo de una nave espacial. Y hay que tener en cuenta. Que son astronautas los que lo aseguran y no gente perturbada. En 1996, unas imágenes grabadas a bordo del transbordador espacial Columbia STS-80 revelan un gran número de objetos moviéndose a gran velocidad en el exterior del aparato. Estos objetos no identificados aparecen como rayas brillantes. Analizando su velocidad y dirección, algunos expertos han descartado la posibilidad de que se trate de basura espacial o meteoros. Hay vídeos del transbordador espacial de dos misiones en concreto, la STS-48 y la STS-80, en los que aparecen vehículos propulsados operando en la órbita baja terrestre, desafiando todas las leyes de la física y comportándose claramente tal y como se esperaría de un OBGI o de una nave espacial extraterrestre. Pero los astronautas estadounidenses no son los únicos viajeros espaciales que atestiguan haber tenido encuentros con extraterrestres. En 1985, los cosmonautas soviéticos a bordo del Salyut 7 aseguraron haber visto seres galácticos orbitando alrededor de la Tierra. Seis cosmonautas aseguraron haber visto a través de la ventana de la estación espacial lo que describieron como ángeles alados rodeando la nave. Se trataba de seres luminosos con apariencia humana, pero también con unas desconcertantes alas, y estaban en el espacio. Así que deberíamos plantearnos: ¿qué pasa aquí? ¿Eran e s o s ángeles algún tipo de extraterrestres e n f u n d a d o s en trajes espaciales? ¿O estaban rodeados de algún tipo de campo y estaban investigando la estación espacial soviética y de repente desaparecieron? Si los informes de estos científicos fueran ciertos, ¿sería la prueba de que una inteligencia extraterrestre se ha intentado poner en contacto con nosotros? g o r d Cooper le propuso a la ONU la creación de una oficina de las Naciones Unidas para el contacto extraterrestre. No se trata de algo desconocido. Hay personas que tienen conocimiento de que nos están visitando algunos, quizá varias especies diferentes de alienígenas. Y parece que llevan haciéndolo desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Podría estar la NASA ocultando información secreta sobre la existencia de seres extraterrestres? Quizá encontremos la respuesta echando un vistazo a los curiosos orígenes de la NASA. 29 de julio de 1958. Como respuesta al exitoso lanzamiento del satélite artificial soviético Sputnik, el presidente d w i g h t Eisenhower firmó el Acta Nacional de Aeronáutica y Espacio, lo que supuso la fundación de la NASA. La NASA se fundó en 1958 a partir de una agencia gubernamental que ya existía, denominada NACA, que se encargaba solo de la aeronáutica, y después del primer programa espacial desarrollado entre el ejército y la fuerza aérea. La NASA se fundó para llevar a los Estados Unidos al espacio y para ser aspirante en el nuevo rumbo que había tomado la humanidad al explorar el espacio y nuestro sistema solar. El presidente y el Congreso integraron la NASA en el Departamento de Defensa. La razón oficial fue para evitar que los soviéticos robaran la tecnología de los Estados Unidos. Pero hay quien cree que el auténtico motivo de esta clasificación no fue para ocultar la información a los rusos, sino para esconderla a la opinión pública estadounidense. Mucha gente tiene la idea de que la NASA es una agencia científica civil, pero no lo es. Lo dice claramente en el acta del Congreso que la fundó. Cualquier cosa que encuentren está sujeta a su clasificación como secreta, información a la que no tendría acceso el pueblo norteamericano. El informe Brookings, que fue encargado por la NASA inmediatamente después de su creación, tenía como misión decidir qué debería hacer la NASA en caso de que entablaran algún tipo de contacto extraterrestre. ¿Qué hacer en caso de descubrir restos en la Luna o en Marte, o de entrar en contacto directo con una inteligencia superior? Y el informe Brookings dice muy específicamente: número uno prohibido contárselo a nadie. Si alguien se entera, el tejido de nuestra civilización se hará ñicos, nos destruirá. Algunos expertos consideran que las pruebas de las misiones secretas de la NASA se pueden encontrar en los estrechos lazos entre los científicos que la fundaron y las sociedades secretas. Las sociedades secretas contaban como piedra angular la creencia de que descendían directamente de los grandes dioses del antiguo Egipto, Isis, Osiris y Horus, y los consideraban el origen legítimo de su linaje. Pero también que esos dioses venían del espacio, en lo más alto estaban los masones. Estaba James Webb, director de la NASA. Un hombre llamado Kenneth Kleiner, jefe del programa Mercurio, del programa Apolo, del programa Géminis. Era un masón de grado 33 del rito escocés. Por debajo estaba la orden hermética del Alba Dorada o los seguidores de Aleister Crowley o gente como Jack Parsons del JPL. Todos se juntaron y acabaron bajo el mismo techo con los mismos planes y el mismo tipo de creencias. Hemos visto esta práctica de la transmisión de conocimiento a través de una sociedad secreta que se remonta hasta los tiempos de los Illuminati. Quienes creían que una élite selecta eran suficientemente inteligentes como para manejar estos conocimientos secretos, pero no el resto de la población. La pregunta sigue siendo: ¿ha sido transmitido este conocimiento a través de las sociedades secretas durante generaciones? Algo que se remontaría del concepto que tenemos de estas sociedades secretas hoy en día hasta el tiempo de los faraones. Al igual que los antiguos egipcios, ¿podrían los padres de la NASA haber compartido la creencia de que los humanos descendemos de los extraterrestres? ¿Qué sabían los miembros de estas sociedades secretas sobre los viajes espaciales? ¿Y cómo influyó el pasado remoto en su trabajo? Aquellos que sospechan que los responsables de la NASA tenían unos planes secretos, destacan el uso reiterado del número 33, una cifra simbólica de suma importancia para las sociedades secretas. Si nos fijamos en la primera pista de aterrizaje de Cabo Cañaveral, en la que aterrizarían las aeronaves y a la que regresaría el t r a n s b o r d a d o r espacial, resulta que es la número 33. Si nos fijamos en la plataforma de lanzamiento de White Sands en Nuevo México, la única que hay es la plataforma número 33. Por toda la NASA encontramos el número 33 como una cifra que se repite una y otra vez. Y el hecho de que esté relacionado con la masonería hace que nos planteemos si quizá detrás se oculte algún tipo de simbolismo más profundo. Los expertos creen que el emblema del programa espacial Apolo de la NASA está relacionado con las creencias del antiguo Egipto. Aseguran que la A mayúscula sobre el espacio no hace alusión al dios griego Apolo, sino a Asar, el dios egipcio popularmente conocido como Osiris. Estaría indicado por el grupo de tres estrellas situadas en el centro de la letra, que representarían el cinturón de estrellas de Orión. Habría que preguntarse si estrellas de Orión o de Sirio son tan importantes para la NASA, puesto que ahí es de donde, según las tradiciones ancestrales, como la egipcia, provienen los dioses del espacio. Serían nuestros orígenes. Del mismo modo. Los expertos también señalan que el símbolo de los parches de la misión Mercurio es casi idéntico a uno de los principales iconos del Egipto antiguo. Si observas los parches de la misión, el símbolo de Mercurio es muy parecido al Ang egipcio. Y es un tanto irónico que aparezca el simbolismo egipcio en lo que se supone que tendría que ser la representación del mensajero Mercurio, un personaje de la mitología griega, no del egipcio. ¿Sería posible que, al igual que los defensores de la teoría de los antiguos alienígenas, los científicos de la NASA creyeran que los extraterrestres hubieran visitado la Tierra en el pasado remoto? Quizás se encuentren más pruebas en los inventos del increíble cerebro que había detrás del programa espacial de la NASA. El exoficial de las SS del nazismo, Werner von Braun. Londres, Inglaterra, 8 de septiembre de 1944. Un misil balístico de 13 toneladas explotó tras impactar, con un saldo de tres víctimas mortales y 17 heridos. El arma de represalia 2, más conocido como el cohete V-2, Se había disparado desde el interior de la Alemania nazi. Propulsado por líquido, se había convertido en el primer misil de largo alcance del mundo y el primer objeto construido por el hombre que alcanzaba el espacio. Este increíble hallazgo tecnológico había sido creación de un hombre que se acabaría convirtiendo en la cara de la NASA. Un genio de 32 años llamado Werner von Braun. Todo el mundo coincidía en señalar al doctor von Braun como el mejor científico de Alemania. Encontró la manera de enviar un cohete a 6.500 kilómetros por hora. Le puso una cámara de combustión que se refrigeraba con el propio carburante líquido. Rediseñó el depósito y le puso un sistema de guía. Era experto en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de cohetes, algo bastante inusual. A Don Brown se le despertó la pasión por los cohetes a una edad muy temprana. Cuando era pequeño, había leído novelas de ciencia ficción de H.G. Wells y Julio Verne. Y se interesó por los relatos mitológicos del dios nórdico Tyr, un dios del cielo que gobernaba Marte y que trajo a los humanos conocimiento y tecnología. Werner von Braun desde su infancia estaba absolutamente convencido de que teníamos que salir al espacio exterior. Estaba obsesionado. También estaba convencido de que la humanidad tenía una misión y que él iba a desempeñar su papel. Estaba convencido de que podría ir a Marte, encontrar pruebas de una civilización extraterrestre, y a partir de ahí se obsesionó más con el espacio para lograrlo. Von Braun quería ir al espacio, quería ir a las estrellas. Pero sabía tanto de cohetes que los alemanes le encargaron el V2 que dejarían caer en Londres. Se le daba muy bien. Durante la Segunda Guerra Mundial, Von Braun trabajó como director técnico en el centro de investigación de Pilemunde, en el que construyó cohetes, no para viajar al espacio, sino como armas de guerra. Su brillantez como científico armamentístico le otorgó un lugar dentro de las SS, entre los científicos y oficiales de confianza de Hitler. Las SS de Hitler no eran más que una sociedad secreta. Las SS creían que los Arios eran la raza pura que descendía directamente de Isis, Osiris, Horus y Seth. Von Braun se instruyó en los mitos de la supremacía de la raza a r i a y el lugar que por derecho les pertenecían las estrellas de donde habían venido. Así que tiene sentido que a Von Braun le fascinara el espacio. Su misión pasó a ser alcanzar las estrellas y reencontrarse con los dioses, demostrarles que podemos hacerlo al igual que ellos y viajar a las estrellas y los demás planetas hasta reclamar nuestro lugar por derecho en el universo. Aunque el cohete h b o era mucho más avanzado que cualquier otro disparado durante la Segunda Guerra Mundial, no fue suficiente para evitar la derrota alemana. Seis semanas después de que cayera el último h b o sobre Inglaterra, Von Braun se rindió ante el avance de las fuerzas aliadas. Yo misma y todos los que ven aquí decidido ir al sur. Von Braun y su equipo de científicos fueron trasladados a los Estados Unidos, bajo el polémico programa secreto llamado Operación Paper Clip. Después de la guerra, decidimos que nuestro enemigo iba a ser la Unión Soviética y que necesitábamos adelantarlos a nivel tecnológico. Así que trajimos a esos científicos alemanes, ocultamos su pasado nazi y los enrolamos en nuestro complejo militar industrial. A la vez que continuaba diseñando misiles para el ejército, von Braun publicó una serie de libros y artículos en los que describía sus ideas sobre un alunizaje, una misión tripulada a Marte e incluso una estación espacial orbital. l c u o de la m i t a va a v e r t r r á p i a m e n t e a tres revoluciones por minuto. La fuerza centrifugal c a produce una gravidad artificial para los hombres en el río. なぜか、この辺は、この辺は、この辺は、この辺は、この辺は、この辺は、この辺は、この辺は、このの辺は、この辺の辺は、こは、のこ La idea no era construir un cohete que se elevara a unos 300 kilómetros, sino uno que pudiera recorrer los 400.000 kilómetros que nos separan de la Luna. We to an、well、program, Von Braun empezó a trabajar en el Júpiter C. Que era una versión mejorada del V2. Pero resulta increíble que pasara de un V2 a un Saturno F1, que aún hoy, 45 años después, sigue siendo el cohete más seguro y mejor construido jamás ideado, a pesar de que lo c o n c i b i e r a hace 45 años. El 5 de mayo de 1961, menos de tres años después de entrar en la NASA, Von Braun observó cómo uno de sus cohetes Saturno 5 transportó a Alan Shepard al espacio. Veinte días después, el 25 de mayo de 1961, el presidente Kennedy anunció su objetivo de mandar al hombre a la Luna. Prefiero ir al m u n d en esta decade y hacer otras cosas. No porque s e n fáciles, sino porque sean fáciles. Porque ese es l objetivo. 全ての技術を組み合わせることで、私たちの技術と技術を c み合わせの技術を組みたちの技術と技術を組み合わせることで、私たるとで、私たちの技術と技術を組み合 n せるこの技術と技を組み合わせるの技術と技とで、合わることを組み合た Pero, ¿por qué cuando los Estados Unidos parecían tomar la delantera en la carrera espacial, ofrecería que le d e compartir la tecnología con su rival? Según la teoría de la conspiración, fue porque se había descubierto algo, y ese descubrimiento era la constatación de las visitas extraterrestres. ¿La carrera a la Luna fue una competición entre dos países? ¿O para ver cuál de los dos recuperaba la tecnología que había dejado abandonada una raza alienígena? ¿Sería posible que los cohetes de Von Braun hubieran llamado la atención de seres de otros mundos, tal y como sugieran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? s q u e esperaban encontrar los científicos de la NASA en la Luna? ¿Y podrían haber estado buscando también vida alienígena en Marte? Centro Espacial Kennedy, Cabo Cañaveral, Florida. 3, 2, 1, engin start. El 26 de noviembre de 2011. Los científicos del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA lanzaron su decimonovena misión no tripulada a Marte. Se espera que la Mars Science Laboratory entre en la atmósfera marcial en agosto de 2012. Después de desplegar el paracaídas y posarse sobre la superficie, El astromóvil por control remoto llamado Curiosity investigará la habilidad del planeta rojo para albergar vida microbiana en el pasado y en el presente. Va a recorrer la superficie de Marte. Es bastante rápido en comparación con los anteriores. Puede recorrer una distancia equivalente a un campo de fútbol en una hora. Pero también puede analizar la superficie de Marte e intentará averiguar si llegó a haber agua líquida en algún momento, como lagos o mares. ¿Y qué hay de la composición química del suelo? ¿Indicará que Marte llegó a ser en algún momento un mundo más amable? No va a buscar vida directamente. Todavía no estamos en ello. Tenemos pruebas de que Marte es un lugar muy frío, con una atmósfera muy delgada, pero que antes fue más amplia. El cielo era azul. Tenía nubes, lluvia, agua líquida, ingredientes que permitirían la vida. Así que es bastante razonable imaginar que albergó vida tiempo atrás. La cuestión es: ¿legó l a sobrevivir después de que se e n f r i a g a r a ¿Podría permanecer debajo de la superficie? Eso pensamos. Si las visiones de los viajes espaciales de Von Braun se hicieron realidad al enviar al hombre a la Luna, ¿podría materializarse también su concepto de los viajes a Marte? ¿Podría estar la NASA desarrollando en secreto sus ideas, los planes que empezaron a concebir hace 60 años? Si uno observa las investigaciones en el campo de la dinámica y en una aproximación muy, muy inusual a la física durante los años 50 o incluso a principios de los 60, Queda bastante claro que estábamos encaminados hacia el descubrimiento de unos sistemas de propulsión increíblemente innovadores, que nos permitirían crear platillos volantes con los que viajar fácilmente y en muy poco tiempo de la Tierra a la Luna o de la Tierra a Marte. Así que tendría sentido que sí tengamos un programa secreto que ni siquiera el personal de la NASA conoce. A corto plazo, laNASA y otras agencias espaciales ya hablan de salir del sistema solar. De ahí que se plantee la posibilidad de usar diversos materiales extraterrestres para producir propulsores para los cohetes, oxígenos para las cabinas, incluso materiales de construcción. Muchos expertos creen que las misiones públicas de laNASA Son una tapadera de lo que se denomina el programa espacial secreto. Y ese programa secreto emplea otra tecnología no con cohetes, sino de tipo alienígena. Algún tipo de aeronaves antigraveda. Y esas naves podrían ir a bases en la Luna. Bases secretas Dirigidas por el gobierno de los Estados Unidos o el programa espacial secreto. Y a partir de esas bases lunares podríamos estar viajando en esas naves espaciales hasta m a r t e Según los científicos, La posibilidad de transformar Marte en un planeta como la Tierra es teóricamente factible. Creo que Marte es terraformable. Terraformación significa que podría empezar a haber vida en un planeta en el que no la ha habido. Creo que Marte es increíblemente terraformable. No alcanzo a imaginar que lleguemos a alguna parte que dé respuestas a todas nuestras preguntas. Pero, como astrobiólogo, creo que en los próximos 25 o 30 años tendremos ocasión de encontrar pruebas de vida fuera de la Tierra. Hay una posibilidad real de que podamos dar respuesta a la pregunta fundamental: ¿estamos solos? La mayoría de los científicos de la NASA coinciden en que la exploración futura del espacio hallará vida en otros planetas. Pero, ¿podría revelar también que los dioses de la antigüedad fueran en realidad extraterrestres, tal y como sostienen los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? La principal misión de la NASA al principio era ir a la Luna, recoger las pruebas que demostraran la existencia en el pasado de una civilización avanzada en el sistema solar y traerlas. En otras palabras, demostrar el hecho de que descendemos de esos dioses: Isis, Osiris, Horus y Seth. Una vez cumplido ese objetivo, la misión de la NASA parece ser ir revelando muy lentamente esta información. La NASA se plantea la cuestión del origen del hombre. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? Si el conocimiento de la antigüedad nos guió hasta la Luna, ¿qué podría revelarnos el pasado más remoto acerca de nuestro futuro en la Tierra? Y con la NASA explorando el espacio incesantemente, ¿podremos encontrar la prueba definitiva de la presencia alienígena? ¿O quizá de nuestros propios orígenes extraterrestres? Antiguos monumentos megalíticos tallados con una precisión inaudita. Hay quien sugiere que usaban electricidad y herramientas eléctricas.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 Millones de personas de todo el mundo creen que los extraterrestres nos visitaron en el pasado. Y si fuera cierto, ¿condicionaron nuestra historia los alienígenas en la antigüedad? En ese caso, ¿existe alguna prueba sobre la Tierra de una ciudad perdida alienígena? El misterio de Puma Punku. Bolivia, Sudamérica. Aquí, a 70 kilómetros al oeste de La Paz, aisladas en lo alto de la cordillera de los Andes, se encuentran las misteriosas ruinas de Puma Punku. Ubicadas a lo largo de un altiplano desértico a más de 3.500 metros de altitud, los monumentos megalíticos que forman esta ciudad son de los más grandes del planeta, con hasta 8 metros de largo y un peso de más de 100 toneladas cada uno de ellos. Estamos en las misteriosas ruinas de Puma Punku, a casi 4.000 metros en el altiplano de Bolivia. Lo que tenemos aquí son bloques de granito descomunales, esparcidos como si se tratara de simples bloques de construcción de h o g a s Y como si un cataclismo gigantesco hubiera arrasado todo este lugar. Los arqueólogos siguen confusos con lo que era Puma Punku. Con el aspecto que tenía, y para qué serviría una construcción tan enorme. Los científicos generalistas creen que este lugar se construyó hace aproximadamente 2000 años. Sin embargo, en 1945, el arqueólogo Arthur p o s n a n s k y sugirió que Pumapunku era mucho más antigua. Al examinar las estructuras y lo que consideraba que era su alineación original con las estrellas, dató las ruinas en el 15.000 a.C. n t e de s r i s t o Arthur Posnansky era un investigador m i t a d b o l i v i a n o que trabajó en estas excavaciones durante décadas y llegó a la conclusión de que se debió de construir ahora unos 17.000 años después de estudiar la arqueoastronomía del lugar. No sabemos cuántos años tiene Puma p u n k u Se han realizado algunas dataciones circunstanciales, pero no hemos podido datar las piedras de Puma p u n k u en cuestión. Podrían tener miles o cientos de miles de años, no lo sabemos a ciencia cierta. Creo que lo más fascinante de Puma p u n k u es cómo levantaron esas construcciones. Estamos hablando de rocas de 7 metros y medio de altura, rocas que pesan cientos de toneladas. La manera y la forma en la que se construyó Pumapunku es tan excepcional que lo convierten en el yacimiento más intrigante del planeta. De todos los lugares que he visitado, Pumapunku es el único al que regreso de vez en cuando porque nadie es capaz de resolver este misterio. Los expertos generalistas creen que los bloques de andesita hallados en Pumapunku se tallaron a mano con herramientas de piedra primitivas. Pero algunos investigadores sugieren que una m o m p o s t e r í a tan trabajada solo se justifica con el uso de una avanzada tecnología de precisión. Una de las cosas más apasionantes de Puma Punku es la precisión de los bloques. Como se observa en este de granito, se talló formando un ángulo recto perfecto. Y estos bloques de granito no solo tienen l o s cantos tan perfectos, sino que también tienen perforaciones complicadas que los atraviesan de lado a lado. Pero, ¿cómo un pueblo tan primitivo, que quizá vivió hace miles y miles de años, fue capaz de realizar unas obras de mampostería tan impecables? ¿Y si los constructores de Puma Punku hubieran fabricado estos monumentos megalíticos con una tecnología avanzada, de un origen extraterrestre, tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? Si se observan detenidamente las piedras con lupa, se aprecia la verdadera complejidad de la mampostería. Como si hubieran usado fresadoras o incluso láseres. Parece algo increíble. No he visto nada igual en ningún otro lugar del planeta. Cuando un arquitecto o un ingeniero ve p u m a p u n k u al instante se plantea que los constructores de este lugar sabían cómo elaborar planos, la logística que hacía falta y tenían acceso a una tecnología avanzada. Sabes, Brian, esta es una de las piedras más interesantes e insólitas de Puma Puma. Tiene unos ángulos rectos perfectos. Y cada una de estas perforaciones son equidistantes a lo largo de este surco guía. Para mí es evidente que usaron herramientas eléctricas para tallar este bloque. Exacto. La superficie es tan lisa como la de una mesa de cocina. No hay ningún tipo de ondulaciones, se emplearon máquinas. ¿Pero quién las usó? Se trata de una obra extraordinaria. ¿Y cómo puede haber alguien que piense que la realizaron hombres primitivos? Es una locura. Si hay algo propio de los alienígenas de la antigüedad, son estas piedras. Pero si se empleó tecnología extraterrestre en Pumapunku, ¿dónde están las pruebas? En Danville, Illinois, el operario y fabricante de herramientas Chris Dan ha sometido la roca de Pumapunku a las principales pruebas de corte, empleando tanto herramientas láser como las últimas sierras de diamante. Aquí tenemos una muestra del corte láser. Este es con la sierra de diamante. Y en la parte de arriba está el corte original de Puma p u n k u Así podremos comparar las diferencias entre los tres cortes. Al observar la roca por el microscopio, Dan compara las dos técnicas modernas de corte con la parte de la roca que había sido tallada hace miles de años. Aunque la superficie antigua se ha erosionado con el paso del tiempo, saltan a la vista las diferencias entre los cortes. Vemos la vitrificación en el lado del corte del láser. Después, claro está, hay marcas circulares en el lado cortado con la sierra de diamante. Así que tuvieron que emplear un método diferente para cortar la superficie original. Ahora. ¿Cree que es posible que se empleara algún tipo de herramienta de precisión de diamante para el corte original, pero que, al realizarse hace tanto, con el paso del tiempo, la superficie se haya vuelto más rugosa? Estamos hablando de hace 10 o 15 mil años. Es una especulación que entra dentro de lo razonable. Creo que deberíamos empezar a examinar algunas herramientas algo más sofisticadas que ya no existen. ¿Qué hicieron para cortar la andesita con tanta precisión en la antigüedad? ¿Podrían encontrarse pruebas de una tecnología avanzada si se estudia en profundidad la construcción de las piedras de Pumapunku? Los defensores de la teoría de los antiguos astronautas dicen que sí y apuntan a los denominados bloques H. Parece que todos los bloques H son exactamente iguales, así que se trataría de un proceso de prefabricación en el que necesitaron una cantidad X de estos, y la maquinaria que emplearon les permitió replicarlos uno tras otro con una precisión insólita. Es algo muy sofisticado. Sí, es una manera muy ingeniosa de levantar un muro de bloques de granito. También aquí la precisión parece increíble. Hacer este tipo de esquinas interiores, como estas, no podría realizarse con cinceles de cobre o martillos de piedra. Resulta todo tan de alta tecnología, incluso más avanzado de lo que haríamos hoy en día. Pero, ¿cómo fueron capaces de transportar esas rocas de andesita tan sumamente pesadas hasta ese lugar? Tras años de investigación, los arqueólogos generalistas han determinado que las rocas se extrajeron de canteras situadas a más de 100 kilómetros y que se transportaron con troncos hasta Pumapunku. De lo que nadie habla es del hecho irrefutable de que nos encontramos a una altitud de 3.900 metros, por lo que estamos por encima de la línea arbolada natural. En aquel lugar jamás hubo árboles. 何となく、何となく、何となく、何 a な a 何となく、何となく、何 t なく、何 o なく、何となく、何 a なく、何となく、何となく、何と l く、何となく、何となく、何となく、何と e く、何とな o 何となく、e l なく、何となく、何と podría haberse e m p l e a d o un m な t o d o más sofisticado para transportar las rocas hasta ese lugar。en ese caso， cómo se pudo lograr semejante hazaña de la ingeniería sin la ayuda de maquinaria moderna。 ¿Cómo se transportaron estos descomorables bloques de granito desde sus canteras hasta Puma Punku? Tuvieron que necesitar algún tipo de supertecnología, levitación y antigravedad, vehículos capaces de levantar semejante peso, algo que sí habrían tenido los alienígenas de la antigüedad. ¿Y si los alienígenas hubieran construido la ciudad de Puma Punku? Tal y como sostienen los defensores de la teoría de los antiguos astronautas. Algunos investigadores creen que la prueba definitiva se encontraría en las inmediaciones, también tallada en la roca. Sur de Perú, 1549. Mientras se encontraban buscando la capital del imperio Inca, Los conquistadores españoles, bajo el mando de Pedro c i e z a de León, se adentraron en Bolivia y descubrieron las ruinas de Tiahuanaco. A menos de medio kilómetro al noreste de p u m a p u n k u los científicos generalistas creen que Tiahuanaco fue el centro de una civilización con más de 40.000 habitantes. Tiahuanaco probablemente es la mayor civilización amerindia menos conocida a nivel popular. Fue uno de los antecedentes más importantes de los incas y ya había desaparecido mucho antes de que los españoles hicieran acto de p r e s e n c i a Sin embargo, su nivel de desarrollo en materia de arquitectura, desarrollo político, agricultura y diversas industrias de artesanía fue muy elevado. La mayoría de expertos coinciden en que Tiahuanaco se abandonó misteriosamente sobre el año 1100 d.C. e de s s p u é r i s t o Pero, ¿por qué? Las leyendas locales sugieren que Tiahuanaco se construyó como sitio de peregrinación religiosa para celebrar la llegada de los dioses del cielo en las inmediaciones de Puma Punku. Según los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, ambos emplazamientos no solo se construyeron en épocas diferentes, sino también por seres de mundos distintos. p Uma Bunku es muy propia de los dioses. Creo que la intervención del hombre en aquel lugar fue escasa. En las inmediaciones, nuestros antepasados construyeron Tiahuanaco como un lugar a l que la gente podía acudir para explorar la zona, pero también creo que se erigió como tributo al lugar en el que los dioses habían estado en forma física sobre el planeta t i e r r a Habría que diferenciar dos estilos distintos de construcción. El antiguo, al que denomino el estilo extraterrestre, y el posterior, que fue obra del hombre. Tihuanaco no es ni más ni menos que un lugar de peregrinación para que la gente se congregara y recordara el momento en el que pasó algo trascendental en Pumapunku. Y lo que sucedió en aquel lugar. Fue una visita extraterrestre por parte de los alienígenas de la antigüedad en el pasado más remoto. Pero si Tiahuanaco se construyó en honor a un contacto con los extraterrestres, tal y como sostienen los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, ¿podría haber pruebas palpables? En los años 60, El gobierno de Bolivia excavó y sacó a la luz el templo subterráneo de Tiahuanaco. Entre los muros del patio cuadrangular clavado en la tierra, aparecieron cientos de cabezas de piedra con diversos rasgos faciales. Aquí, en el famoso templete semisubterráneo de Tiahuanaco, encontramos todo tipo de cabezas enclavadas en la pared. Se ha llegado a afirmar que todas las razas de la humanidad están representadas.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 No parecen representar a los lugareños. Parece que representan todo tipo y forma de cabeza humana que existe sobre la tierra. Dos de ellas, las más enigmáticas, son de color blanco y guardan un gran parecido con las cabezas de los alienígenas grises. Cuando nos fijamos en las cabezas enclavadas del templo de Tiahuanaco, parece que tengamos ante nosotros la sede de las Naciones Unidas, un lugar al que pudiera acudir todo el mundo, puesto que todas las culturas de la tierra hubieran aceptado que Tiahuanaco era especial, porque fue el lugar en el que se había contactado con lo divino. Algunos investigadores creen que la gran estatua situada en el centro del templete semienterrado representa al dios creador conocido como Viracocha. Pero, ¿por qué los habitantes de Tiahuanaco representaron a su dios más importante con rasgos distintos a los suyos? Tiene barba y bigote. Algo bastante inusual, porque los amerindios no tienen ni barba ni bigote. Exacto. El caso es que la barba y el bigote, además, son muy pronunciados. No son pequeños precisamente, lo que indica que esa persona no era nativa de Sudamérica, sino que venía de alguna otra parte. Y también era una persona importante. De algún modo, uno de los fundadores de Tiahuanaco. Incluso alguien que llegara desde Sumeria hasta Sudamérica. ¿Sería posible que los sumerios, una civilización fundada en el 4000 a.C. a unos 12.000 kilómetros de allí, estuvieran relacionados con los primeros habitantes de Tiahuanaco? En ese caso, ¿cómo? Los defensores de la teoría de los antiguos astronautas creen que la respuesta se encuentra en el Museo de Metales Preciosos de La Paz, en Bolivia. Quizá este sea uno de los restos arqueológicos más importantes jamás descubiertos en Tiahuanaco o Puma Punku. Se trata de la famosa Fuente Magna, descubierta en las inmediaciones de Tiahuanaco. Es un gran o cerámica. Se trata de un vaso de cerámica en el que encontramos escritura cuneiforme sumeria y jeroglíficos p r o t o s u m e r i o s c a l i g r a f í a s que se remontan aproximadamente al año 3000 a.C. Establecen una conexión directa entre el pueblo sumerio y Tiahuanaco y p u m a p u n k u Descubierto junto al lago Titicaca por un labrador de la zona en los años 50, los expertos creen que este vaso de cerámica es la prueba definitiva de la intervención extraterrestre en p u m a p u n k u La idea de la presencia de escritura sumeria aquí en p u m a p u n k u y t i a h a n a c o podría relacionarse con el recientemente desaparecido Cecharia Sitchin y sus teorías. De que los sumerios también interactuaron con los seres espaciales llamados Anunnaki. Por lo que en este caso los Anunnaki estuvieron en Sumeria, pero también aquí en Puma, Punku y t i a h a n a k u en Sudamérica. ¿Podrían ser las esculturas encontradas en Tiahuanaco la prueba de la interacción con los extraterrestres, tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? Quizá la respuesta se encuentre analizando las leyendas del dios creador Viracocha y sus orígenes misteriosos. La Cordillera de los Andes, Perú. Aquí, a 20 kilómetros al norte de p u m a p u n k u se encuentran las tenebrosas aguas del lago Titicaca, el mayor de toda Sudamérica. Según las leyendas del lugar, el dios Viracocha emergió de las profundidades del lago para crear el sol, las estrellas y al hombre. Las leyendas cuentan que Viracocha, el gran dios creador de los Incas y de la civilización prehistórica de la zona, emergió del lago Titicaca y fue a t i a h u a n a c o y trajo la civilización a esta parte del mundo. Después fue a p u m a p u n k u Y allí fue donde creó al hombre y a la mujer a partir de la piedra. Y luego los llevaría por todos los rincones de la tierra para esparcir sus semillas. Los conquistadores españoles preguntaron a los incas, el pueblo que habitaba ese lugar, incluyendo al rey de los incas, ¿qué es el p u m a p u n k u Y todos le dijeron: No es nuestro, no fueron nuestros ancestros los que lo construyeron. Lo levantaron los dioses en una sola noche. Normalmente los reyes están orgullosos de las obras de su pueblo, de la precisión con la que se hacen y demás. En ese caso, el jefe y su pueblo dijeron: No, no fuimos nosotros, lo hicieron los dioses. Una de las leyendas de Pumapunku asegura que lo construyeron una raza de gigantes en una sola noche y que un gran cataclismo y una inundación arrasó el lugar. Lo curioso son los gigantes. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Era Viracoche y sus seguidores o f u e r o n s e r e s d e algún otro lugar? Una de las crónicas más antiguas que se conservan relacionadas con p u m a p u n k u cuenta que esas plataformas gigantes se transportaron por el aire con el sonido de una trompeta. Básicamente fueron flotando hasta aquel lugar. ¿Estamos hablando de algún tipo de tecnología sonora? Y la respuesta sería un posible sí. ¿Podría ser que las leyendas que hablan de gigantes y de rocas flotantes se inspiraran en algún acontecimiento misterioso que tuviera lugar en el pasado más remoto? O fueron el resultado de la visita a la Tierra de alienígenas en tiempos prehistóricos, tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas. Planteo la siguiente posibilidad. Llegan los extraterrestres. La nave espacial permanece en órbita. Solo desciende una nave más pequeña como un transbordador espacial. Así que, para proteger sus instrumentos, hacen noche con su tecnología en lo que llamaríamos un campamento base, que construirían, evidentemente, con rocas que encontrasen en la Tierra. Porque no vas a traer granito o diorita de otro sistema solar. Y después desaparece. Pero el muro de su cargamento base se queda allí. Entonces llegan los nativos, ven las ruinas, las tocan con los dedos y dicen: Mirad esto, qué liso, qué afilado, es obra de los dioses. Ese lugar se convierte en un lugar sagrado y los nativos empiezan a levantar templos y altares en honor a los dioses. Así que tenemos dos tecnologías. Una sería la extraterrestre y la otra la de los humanos con sus templos y altares. En el centro de los templos de Tiahuanaco se encuentran los restos de un arco de piedra llamado la Puerta del Sol. Tallado de una pieza a partir de una andesita y con un peso de más de 10 toneladas. Los arqueólogos creen que este megalito de 3 metros de alto por 4 metros de ancho fue la puerta de acceso a Puma Punku. La puerta del sol probablemente fuera la entrada o una de las entradas al templo de Puma Punku. Y como tal, es muy importante porque así es como el pueblo tihuanaco realizaba su ritual, haciendo pasar a la gente a través de puertas y escaleras cada vez más pequeñas que conducían a recintos más y más sagrados. En la parte superior del arco se encuentran tallados casi 50 seres alados a cada lado de lo que se cree que es el dios creador Viracocha. Las interpretaciones de estas esculturas sugieren que se trataría de un calendario que se remontaría en el tiempo hasta el 27000 a.C. n t e de s r i s t o Aquí estamos, en la famosa Puerta del Sol con Viracocha, justo en el centro, sujetando dos cetros y rodeado de hombres pájaro. Es una representación habitual en las sociedades de la antigüedad, el hombre capaz de volar, lo que sería una posible interpretación por parte de los nativos de aquellos que descendieron en algún momento de los cielos. Entra dentro de nuestra idea. Que hubiera algún tipo de aeronave gigante, que fuera una fábrica, con herramientas y sierras eléctricas y fresadoras y taladros, que esa nave aterrizara y empezaran a procesar esos bloques de piedra hasta crear Puma Punku. Parece que todo el recinto era una especie de fábrica de algún tipo de tecnología. Y si mis estudios son correctos, parece que emplearon algún tipo de fuente de energía. Así que hay quien sugiere que usaban electricidad y herramientas eléctricas, lo que resulta impensable porque son una invención moderna. Pero si se observan los acabados de la mampostería, hay que reconocer que había algo detrás. Cuando uno ve la complejidad de Puma Punku, las plataformas enormes, las juntas de los bloques que los convertían en muros indestructibles, podríamos encontrarnos ante el puerto espacial perfecto hecho a base de granito que los extraterrestres habrían querido. ¿Y si Pumapunku fuera un puesto avanzado intergaláctico construido por seres extraterrestres hace decenas de miles de años, tal y como sostienen los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? La respuesta quizás se encuentre utilizando la tecnología moderna para examinar el propósito original con el que se construyera ese lugar. Enero de 2011. Los investigadores analizan y miden los monumentos megalíticos y bloques H repartidos por el yacimiento de Pumapunku, con la intención de averiguar para qué y por qué se usaron semejantes estructuras. La prueba de que sucedió algo extraordinario en Pumapunku la tenemos a simple vista. Porque en Pumapunku. Encontramos pruebas de cortes de piedra que hoy en día tan solo se podrían emular usando las últimas tecnologías a nuestro alcance. Es parte del gran misterio de Puma Punko. Parece que, aunque estableciera algún tipo de fábrica para construir estas rocas prácticamente idénticas y casi como un sistema de interconexión de bloques de Lego, sería algo único en la Tierra. Muchos de los bloques eran prefabricados. Que fueran prefabricados implica una planificación, la elaboración de un diseño. Y la planificación implica la escritura. Los arqueólogos dicen que Kumapunku son los restos de los templos del pueblo Aimara. Los Aimara eran los indios que habitaban en los altos. Pero el pueblo Aimara vivió en la edad de piedra. Ni siquiera habían desarrollado la escritura. Por lo que no había planificación es absolutamente imposible. Unos bloques prefabricados no encajarían en la edad de piedra. y la precisión de esos bloques resulta frágil precisión de esos Es prácticamente Descontrastante en Danville, Illinois. El fabricante de herramientas Chris Dan utiliza las medidas tomadas en Puma Punku para crear una maqueta a escala 1-8 de un bloque H para comprender mejor cómo encajaban estos originalmente. Así que fue a Puma Punku en persona para medir los bloques H. ¿Y a qué conclusión llegó? ¿Qué descubrió? Para mí lo importante era averiguar las medidas exactas. Descubrí que las cavidades internas no eran paralelas entre ellas. Con cavidades internas se refiere a estas partes de aquí, ¿verdad? Exacto. Estas dos superficies, la superior y la inferior, son más pequeñas por delante que por el fondo. Como una ensambladura a cola de milano. Sí, como una cola de milano. ¿Y por qué cree que le dieron esa forma de cola de milano? Si tenemos en cuenta cómo hemos usado ese tipo de ensambladura, suele ser con finalidades mecánicas, para sujetar partes. Así que básicamente estoy diciendo que usaron estos bloques H con una finalidad mecánica. Probablemente para sujetar las bisagras de una puerta. Para probar su teoría, Dan crea una bisagra que encajaría en la maqueta del bloque e NH. Para juntarlos, colocaríamos una en la parte inferior, así, otra en la parte superior, así, y luego, esta pieza encajaría aquí. Se coloca después el eje. Y ya tienes una bisagra. Me parece espectacular. Y claro está, la pregunta más fascinante que surge es: ¿Qué herramientas e m p l e a r o n hace 5000 años? Porque se tuvo que emplear algo muy sofisticado y no solo huesos de pollo. Huesos de pollo no, ni cinceles de cobre, ni cinceles de piedra. No están documentadas arqueológicamente las herramientas que se emplearon para crear los bloques de Puma p u n k a Según Dan, los bloques H podrían haber servido como bisagra para una puerta enorme, quizá para uno de los mayores templos de la antigüedad. El descubrimiento de Chris Dan es espectacular. Le confiere un nuevo significado a los bloques H de Pumapunku porque podrían haber sido el punto de apoyo de algo. La pregunta es: ¿de qué? Pero la teoría de Dan sobre la finalidad de los bloques H tan solo es una de las numerosas hipótesis recientes generadas en torno a la compleja ingeniería de Pumapunku. ¿Tenían algún tipo de finalidad? Para empezar, habría que ver cómo encajan. El maquetista Paul Francis de Dandridge, Tennessee, ofrece otra teoría. Así que has recreado los bloques en H de Pumapunku y has llegado a la conclusión de que cuando se juntan los bloques, Se obtiene una especie de pista. Cuéntame qué más se te ha pasado por la cabeza. Cuando los vi encima de la mesa, pensé que, básicamente, parecía una de las rampas de lanzamiento de la Segunda Guerra Mundial que los alemanes usaron para probar aeroplanos propulsados por cohetes. Al verlos, me vino una idea a la cabeza, y pensé que, con algo de madera, podría ser una plataforma de lanzamiento perfecta para una nave espacial antigua. Podría deslizarse por los bloques H, y al llegar al final, aquí se caería, pero evidentemente el avión seguiría su marcha. Este es el aspecto que me imagino que tendría ese avión. Una nave con depósito, con un panel de control, el puesto de control y básicamente esta nave estaría lista para salir al espacio exterior. Tiene una pinta alucinante. En serio, me parece algo increíble. Porque acabas de coger un objeto que fue creado por un artesano en la antigüedad y lo has convertido en algo. Desde una perspectiva moderna, en algo relacionado con los viajes espaciales o al menos con la aviación, el concepto de esta nave espacial de la antigüedad está basado en unos objetos de orfebrería hallados en unas tumbas cerca de Bogotá, en Colombia. Tras un cuidadoso análisis y probar lo que serían unas reproducciones modernas de ese objeto dorado, los defensores de la teoría de los antiguos astronautas sugieren que esos restos arqueológicos, de casi 1500 años de antigüedad, son la prueba de que en el pasado más remoto ya se tenían las mismas habilidades aerodinámicas que en la actualidad. Cuando se crearon estas esculturas originales, estaban realizando una interpretación literal de lo que veían. Tengo que coger esta interpretación y convertirla en algo que funcionaría como un. Una máquina. Así que, al recrearlo, le hemos añadido una cabina que el modelo original no tenía. También hay dos protuberancias en la parte trasera de la escultura original que yo interpreto como propulsores. Está esta pieza con forma cónica que podría haber sido la conexión con el depósito. No nos cabe duda de que esos objetos volaban. Lo sabemos porque estos experimentos ya se han realizado con anterioridad. Y se han podido repetir, por lo que cumple con el método científico. Así que tu teoría sobre el uso de los bloques H como un tipo de rampa de lanzamiento me parece muy ingeniosa. No la había escuchado antes. Y es fantástico que se exploren ideas nuevas en esta materia. Y si los bloques H de Puma Punku hubieran sido la rampa de lanzamiento de una aeronave alienígena. En ese caso, ¿qué le pasó a esta construcción colosal aparentemente indestructible? Puma Punku. Durante siglos. Los investigadores no han sido capaces de explicar qué provocó la destrucción absoluta de este emplazamiento. Hay quien cree que un terremoto que tuvo lugar en tiempos prehistóricos pudo haber esparcido estos monumentos megalíticos como si fueran bloques de juguete. Pumapunku parece una chatarrería. Como si en algún momento. q u ese lugar se destruyera y quedara arrasado por algún tipo de catástrofe. Pumapunku parece que fue víctima de una gran inundación hace varios miles de años. Hay pruebas de que un meteoro o un cometa cayó al sur del lago Titicaca. Y levantó una pared de barro de unos dos o tres metros de altura que cubrió toda la región. Hoy en día todavía se encuentran pruebas de ese suceso. En unas excavaciones recientes en Pumampunku, los investigadores han descubierto fragmentos de piedra andesita procedentes de los bloques megalíticos mezclados con la tierra. ¿Y si esa extraña composición del suelo? Fue el resultado de una explosión a gran escala que tuvo lugar en el pasado remoto, tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas. Una posibilidad es que Puma p u n k u fuera destruida tras una explosión artificial que volara por los aires los diferentes edificios, y después, alguna especie de cataclismo o maremoto lo cubriera todo con barro y mugre. Algunas de las rocas están tan fragmentadas que se encuentran esparcidas por todas partes. Se encuentran fragmentos angulosos de diorita, por lo que formaban parte de Puma Pumpo. Y la mayoría no es que estén rotas, sino que están hechas añicos, hasta el punto de que hay trocitos de diorita allá donde mires. Y a mí me sugiere que tuvo lugar una explosión. Cuando ves cómo fue construido, podría parecer indestructible, pero acabó siendo destruida. Pero si los edificios de Puma Punku se construyeron con tanta precisión y con los materiales más pesados y duraderos que tenían a su alcance, ¿cómo es posible que acabara en ruinas? ¿Sería posible? Tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, que Pumapunku recibiera el impacto de un meteoro demoledor. O quizás su decadencia podría tener una explicación todavía más increíble. Podría haber tenido lugar una batalla alienígena en la que se empleara tecnología, q u i z á nuclear, que destruyó toda la región. Sería muy probable, podría haber pasado algo con el escudo de la tierra y que los rayos del sol lo hubiesen atravesado en algún momento y lo hubieran quemado y arrasado todo. Lo único que sabemos seguro es que el pueblo de Puma Punko desapareció. No sabemos cómo ni qué fue de ellos. 私は、パマポンクは、自分の戦術を破壊しようとしていることです。そして、自分の戦術を破壊しようとしていることです。 Hay varios lugares por todo el planeta en los que se dice que hubo contactos con inteligencias no humanas. Pero en lo que se refiere a Pumapunku, también tenemos restos arqueológicos que nos dicen que en aquel lugar sucedió algo fuera de lo común. Si uno se centra en la mitología, que asegura que los dioses estuvieron aquí, Creo que nos encontramos ante un caso indudablemente sólido con el que podemos afirmar que Pumapunku destaca como uno de los principales asentamientos de extraterrestres en este planeta. Así que la pregunta es: si Pumapunku fue el campamento base en la tierra de una civilización extraterrestre y se marcharon, ¿destruyeron Pumapunku precisamente en el momento de su partida? Se、si、lo construyeron como si fuera una fábrica. Cuando dejaron de darle utilidad, la volaron por los aires. Porque no querían que nadie más usara la tecnología que dejaban atrás. Los textos épicos hindús de la antigüedad, el Ramayana, el Mahabharata, relatan unas guerras terribles que tuvieron lugar en el pasado, con aeronaves o naves espaciales como las Bimanas. Armas con una gran capacidad destructiva, como las armas atómicas. Así que quizá Pumapunku fue destruida por una de esas guerras planetarias de la antigüedad. Puesto que se trata de un lugar excepcional, podría haber sido alguna estación o puesto de avanzada de alguna otra civilización, quizá de la India, quizá de la Atlántida, o quizá del. Espacio exterior. Así es. Mampostería de precisión, ingeniería sin parangón y una destrucción incomprensible. ¿De veras construyeron los extraterrestres p u m a p u n c u En ese caso, ¿con qué finalidad? ¿Era una avanzadilla? ¿Un campo de batalla? ¿O podría haber sido el final d e trayecto? o Quizá algún día resolveremos el enigma y descubriremos, de una vez por todas, quién somos y por qué estamos aquí. Inexplicables relatos de bestias gigantes: mitad mono, mitad humano. Mitad humano. En ocasiones tienen seis dedos y doble fila de dientes. Y una fuerza prodigiosa. Huellas descomunales de criaturas misteriosas repartidas por todo el mundo. Un macho adulto mediría unos tres metros y pesaría sobre los 450 kilos. Y mitos ancestrales que describen monstruos con aspecto humano, capaces de viajar entre dimensiones. Son capaces de aparecer y desaparecer a su voluntad. En todos los continentes se recogen leyendas que hablan del Bigfoot y pruebas de que quizás sean ciertas. No podemos descartar la posibilidad de que los Bigfoots e a n una especie extraterrestre. Millones de personas de todo el mundo creen que los extraterrestres nos visitaron en el pasado. ¿Y si fuera cierto? ¿Determinaron nuestra historia los alienígenas de la antigüedad? Y en ese caso, ¿podría haber alguna relación entre los extraterrestres y la leyenda del Bigfoot? Bigfoot. Monte Everest, 9 de noviembre de 1951. En el glaciar Menloon, a una altitud de 5.500 metros, los exploradores británicos Eric Shipton y Michael Ward encontraron un rastro de más de un kilómetro de unas pisadas extrañas. No se esperaban encontrar a ninguna persona en aquel lugar tan recóndito de la montaña, así que los escaladores examinaron las huellas para determinar a quién pertenecían. Para su sorpresa, tenían el aspecto de un pie humano desnudo, aunque el doble de grande de lo normal. Las huellas indicaban que podría tratarse de un gran primate, uno que compartía con nosotros no s o l o la habilidad de caminar sobre dos piernas, sino también una cierta similitud en lo que sería la superficie del pie, aunque a una escala mucho mayor, pero diferente de la de otros simios, al carecer de un dedo gordo divergente, lo que sugería que se habrían adaptado a un entorno plenamente terrestre, a vivir a ras de suelo. Las fotografías que trajeron de la expedición generaron un gran revuelo en los medios de comunicación y marcaron el inicio del fenómeno del Bigfoot. Pero, ¿de dónde han salido esas huellas gigantes? ¿Podría tratarse de una farsa? ¿O quizá una misteriosa criatura de origen desconocido habita en lo profundo del bosque? Los relatos y mitos de la región del Himalaya hablan acerca de una criatura s i m i e s c a de ese tipo, el Yeti, también conocido como el abominable hombre de las nieves. El célebre Yeti del Himalaya se suele describir como una criatura de casi dos metros de altura, bastante agresiva cuando uno se la encuentra. Estos avistamientos nos revelan a una criatura que se estaría escondiendo de nosotros. Una criatura que se esconde a la vista de todos, y evidentemente las pruebas más directas que tenemos son en forma de pisadas, de ahí que recibiera el nombre de Bigfoot, pie grande. La gente suele preguntarse por qué no hemos atrapado todavía al Bigfoot. Podría tratarse de una especie de criatura sobrenatural, como un fantasma. Sin embargo, si se tratara de un animal de carne y hueso, estaríamos hablando de contados ejemplares. Desde el descubrimiento del monte Everest ha habido numerosos avistamientos de grandes criaturas y miescas en todos los continentes, muchas de ellas concentradas en la zona noroccidental de los Estados Unidos, incluido el monte Shasta, al norte de California. En 1979, me encontraba en la falda del monte Shasta, intentando llegar a la base de la montaña, en una zona muy densa y dura. De repente escuchamos una especie de impacto. A la vez percibimos un olor terrible, nauseabundo. Pero lo peor de todo era que, fuera lo que fuera, se dirigía hacia nosotros a través de aquella maleza impenetrable. Entonces escuchamos una combinación terriblemente inquietante. El barrito de un elefante, el rugido de un león. Y era. Tan alto que resonó por toda la ladera a tres kilómetros de distancia. Aquello fue lo más terrorífico que jamás he vivido, y lo siguiente que supe fue que corríamos a toda velocidad montaña abajo. Los sheriffs me habían hablado de un ranchero de Montana que había salido a cazar y en plena montaña se encontró a una especie de primate de dos metros y medio y color rojizo y pelo largo delante de él. サスコワッドの3006は、3006は、3006は、3006は、3006は、3006 r 3006は、3006は、3006は、3 0 t 6は、3006は、3006は、3006は、3006は、3006は、3006は、3006は、3006は、3006は、3006は、3006は、3006は、3006は、3006は、3006は、3 0 0 e は、3 a 0 6は、3006は、3006は、3006は、3006は、3007 u 3007 n 3007は、3007は、i 0 0 7は、3007は、3007は、3007は、3007は、3007は、3007は、3007は、3007 ¿Podría ser, tal y como sostienen los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, que sus habilidades fantasmales sean el resultado de su origen extraterrestre? Muchos investigadores del s a s q u a t c h destacan que existe una relación entre la actividad ufológica y la presencia del Bigfoot. Es más, se han llegado a ver criaturas de este tipo sabiendo de lo que vendrían a ser platillos volantes. Habría que preguntarse si el propio Bigfoot no será un extraterrestre. Muchas de las tribus de los indios norteamericanos tienen leyendas y relatos mitológicos que hablan del Sasquatch. Los Anasazi y otras culturas nativas los consideran criaturas fantasmales: algo que es imposible cazar y casi es imposible ver, pero de los que conocen su existencia. Aunque los científicos generalistas consideran que esta bestia misteriosa no es más que un simple mito moderno, el número de avistamientos y fotografías de Bigfoot sigue en aumento. En concreto, lo que tenemos es un pie grande. Se trata, evidentemente, de una criatura peluda con un olor muy específico, un olor muy penetrante. Y también se dice que el sonido que emite el Bigfoot es parecido al de un silbido. Todos estos componentes se dan en el avistamiento típico de esta criatura y se repiten a escala mundial. Son muy huidizos, muy retraídos, muy esquivos. Rara vez se ha documentado un comportamiento agresivo. Tanto la criatura como el que los ha visto suelen salir corriendo en direcciones opuestas sin llegar a interactuar. Miden de 2 a 3 metros. La descripción más habitual de su coloración es la de un pelaje marrón oscuro. La nomenclatura varía dependiendo del lugar. En los Estados Unidos se le conoce como Bigfoot, pie grande, o Sasquatch en la región noroccidental. Al sur, en Florida, recibe el nombre de Skunkate, monomofetal. En Australia tenemos a l Yow. Pero si una criatura como el Bigfoot existe en realidad, ¿Cómo ha podido ser tan difícil de localizar durante todo este tiempo? Los investigadores señalan que se tiene constancia de bestias gigantes de aspecto humano desde hace miles de años. A lo largo de la historia se han recogido gran cantidad de leyendas que hablan de gigantes, hombres salvajes, bestias peludas que viven al margen de la civilización. Habían sido humanos, personas, pero que estaban asilvestradas, eran peludas, no llevaban ropa, vivían en el bosque y, por otro lado, tenían poderes especiales. ¿Sería posible que las criaturas sobrenaturales de los mitos de los nativos de los Estados Unidos sean descripciones de encuentros con Bigfoot en el pasado remoto? ¿Y podrían tener, quizá, un origen extraterrestre? Los defensores de la teoría de los antiguos astronautas creen que las respuestas se encuentran en numerosos textos de la antigüedad. En el libro de Enoch tenemos una categoría llamada los Nefilim, o los observadores, gente de la que se decía que habían bajado del cielo a la tierra y que básicamente vivían entre nosotros. La Biblia no da muchos detalles sobre su apariencia, salvo el hecho de que eran gigantes, que eran grandes y que se consideraban menos dignos. Y eso me parece interesante porque cuando nos referimos al Bigfoot, solemos enfrentarnos a una criatura que incluso hoy en día se clasificaría como un animal en lugar de como un ser humano. En el Antiguo Testamento, nos encontramos relatos en los que los dioses vieron a las mujeres de la tierra. Y pensaron que eran increíblemente hermosas, por lo que se cruzaron con ellas, y según los textos bíblicos, crearon una raza de gigantes. Lo que presenciaron no tenía absolutamente nada que ver con lo divino o lo espiritual, porque no se trataba de dioses. Malinterpretaron lo que eran extraterrestres de carne y hueso. ¿Podrían ser el Bigfoot y el y e t i del Himalaya criaturas de origen alienígena? ¿Tan y como sugieren los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? Quizás se encuentren más pruebas en los relatos antiguos de seres gigantes con poderes sobrenaturales. Irak, el emplazamiento de la antigua Mesopotamia y la cuna de la civilización. En los restos de la ciudad de Nínive, en unas tablillas s u m e r i a s que se remontan al 1800 a.C., se cuenta la historia del rey Gilgamesh. En este poema épico, Gilgamesh tiene un compañero llamado Enkidu, descrito como un salvaje peludo que vive al margen de la sociedad. Lo más fascinante del poema de Gilgamesh es el hecho de que nos cuenta la historia de Enkidu, quien se supone que era un gigante. Sería posible que Enkidu, una bestia salvaje y peluda, este gigante, podría tener un origen extraterrestre. Porque eso es precisamente lo que dicen los textos sumerios. El k i d o se describe en el poema de Gilgamesh como un monstruo peludo de aspecto humano, con un poder descomunal. Al leer su relato, uno lo asocia directamente con algún tipo de Bigfoot o Sasquatch. Se trata del primer ser hecho a medida por los dioses, en el que habían puesto su marcador genético para crear un nuevo ser que sería su esclavo. Y a ese ser lo llamaron Enkidu. ¿Sería posible que el poema de Gilgamesh en realidad describiera a un homínido creado por seres extraterrestres, tal y como sostienen los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? Los textos sumerios también describen a dioses del cielo que llegaron a la Tierra, los llamados Anunnaki. La teoría de los antiguos astronautas explica cómo esos dioses probablemente fueran extraterrestres. Y dejaron su marcador genético en esa bestia, que existiría todavía y habría seguido su propio desarrollo evolutivo hasta los Bigfoot y Sasquatch de hoy en día. ¿Acaso los relatos de estas bestias de aspecto humano aportan más pruebas de la existencia histórica de este ser extraterrestre? Hay quien cree que el gigante del relato del Antiguo Testamento de David y Goliat podría ser una representación de lo que sería el Bigfoot. Si uno piensa en la historia de David y Goliat de la Biblia, Goliat es gigante, es enorme y peludo, pero no vive al margen de la civilización ni huye de la gente, sino que se emplea como un arma, un arma para sembrar el terror entre los israelitas. Cuando empiezas a leer la Biblia con detenimiento, así como las descripciones de esos gigantes, resulta que hubo otras tantas criaturas de gran tamaño en el mundo de nuestros antepasados de las que hemos dejado de tener constancia. Y el Bigfoot podría ser una categoría que habría sido capaz de sobrevivir. Tanto si Goliath es un Bigfoot como si no, encaja en la misma categoría de criaturas que, evidentemente, no son humanas, pero que siguen existiendo a día de hoy y que son más altas que nuestros antepasados. Yo me pregunto, ¿qué verdad se esconde detrás de todo esto? ¿Sería posible, tal y como sugieren algunos expertos, que Goliath podría haber sido un extraterrestre? Una especie de gigante, una abominación, mitad alienígena, mitad criatura humana, tan terrorífica, tan horrenda. Que el propio David tuvo que encargarse de derrotarla. En las culturas de todo el mundo, tanto en Sudamérica como en los nativos de los Estados Unidos, Rusia, China, Tíbet, Australia, todas estas naciones tienen leyendas y relatos de hombres salvajes peludos. Se dice que las leyendas no son más que leyendas, pero cuando tienes culturas y países separados por océanos que hablan de cosas muy parecidas, a mí lo que me sugiere es que en el pasado estos fenómenos eran muy comunes y estaban generalizados por todo el mundo. Las leyendas de gigantes son comunes en la antigüedad, pero se recogieron historias similares mucho después. Con el explorador vikingo Leif Erickson, quien en el siglo X escribió. Horribles criaturas peludas y feas de ojos negros. Leif Erickson estaba familiarizado con los distintos tipos de tribus de los pueblos indígenas. Sin embargo, describió muy específicamente a esas criaturas grandes y peludas de ojos negros, así como del particular olor que desprendían. Se diferenciaban del resto de culturas con las que había interactuado en sus viajes al Nuevo Mundo. ¿Podría tratarse del Sasquatcho del Yeti que conocemos hoy en día? Muy probablemente. Las leyendas medievales también recogen a hombres salvajes peludos con extraños poderes mágicos. Según los historiadores, el mago m e r l i t que aparece en los relatos del rey Arturo está basado en un personaje legendario g a l é s llamado m i r d i n d Wild, descrito como un loco peludo que erraba por el bosque acompañado de animales. Se recogen numerosas historias de hombres salvajes durante la Edad Media. Tenemos a Merlin. El merlín que todos conocemos de la leyenda del rey Arturo, también rodeado de leyenda, que describe al mago como un salvaje, peludo y desaliñado, que vivía en el bosque porque se comunicaba de una forma tan estrecha con el mundo de los espíritus que era indómito. No podía vivir en la sociedad de los hombres. Está presente la idea de que esas criaturas humanoides salvajes también tienen mensajes especiales para nosotros. Son capaces de profetizar y de algún modo desaliñar. e n Cerca del mundo de los espíritus. ¿Y si todos estos relatos recogidos a lo largo de la historia y por todo el mundo fueran la prueba de que el Bigfoot es algo más que un mito? ¿Y habría alguna prueba de que sus orígenes no se e n c o n t r a r o n en la Tierra, sino en las estrellas? Hay varios casos documentados en los que el Bigfoot se ha visto durante el mismo periodo de tiempo en el que se ha registrado actividad ufológica. Por ejemplo, hubo una gran oleada de actividad ufológica en Pensilvania a principios de los años 70, a la vez que se informaba de avistamientos de misteriosas criaturas y ñescas gigantes caminando por el bosque. En Texas hay una carretera conocida por los lugareños como la Carretera de la Luz Fantasmal, que recibe ese nombre por las bolas de luz que se ven atravesando el bosque. Casualmente, también se han producido gran cantidad de avistamientos de Big f o o t s en este mismo paraje. Los Big f o o t s son inteligentes, son muy h u y i z o s y esquivos, son capaces de eludir la civilización. Eh, quizá posean algunas habilidades que se lo permitan. Y en ese caso, ¿de dónde las han sacado? No podemos descartar la posibilidad de que los Bigfoot sean una especie extraterrestre. En 1980, mientras investigaba varios casos de animales mutilados, recibí una carta de un hombre de Snohomish en Washington. Conocido por los avistamientos de Sasquatch o Bigfoots. ¿Qué me decía? Estaba en casa de mi padre y escuché un ruido entre los árboles, como si se estuviera levantando viento, y detrás de los árboles que se agitaban apareció un disco plateado. Entonces vio un halo de luz que se proyectaba sobre el suelo. Y del que salió una especie de primate desaliñado que lo describía como un gorila. La criatura bajó a la superficie y echó a andar como si no existiera. Inmediatamente después, aparecieron diversos animales mutilados al cabo de unos días. Si las criaturas como el Bigfoot y similares están alineadas con seres extraterrestres, tal y como argumentan los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, ¿cuál sería el propósito de su presencia en este planeta? ¿Podrían ser los avistamientos por todo el mundo parte de un programa clandestino que se lleve ejecutando durante miles de años? Los Bigfoots podrían estar aquí como en un intento de colocarlos entre los nativos para ver qué pasa. Hay relatos que hablan de gente de las estrellas que bajan y sueltan ese tipo de criaturas en plena naturaleza. Pero habría que preguntarse cuál es el origen de esas historias. De ahí que haya investigadores que aseguren que el Bigfoot sería un animal nacido en otro mundo. Una idea es que se trata de entidades que se han dejado sobre la Tierra como parte de un proyecto de investigación. Otra idea sería que los b i g f o o t fueran algún tipo de criminales o indeseables procedentes de un planeta alienígena que hayan sido desterrados a nuestro mundo. Si los extraterrestres crearon una raza de criaturas de estas características hace miles de años, tal y como creen los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, ¿nos lo estarían ocultando por alguna razón? Quizás se encuentran más pruebas no en el mundo que conocemos, sino en las profundidades de la Tierra. Montaña Siskiyou, al suroeste de Oregón. En 1874, el cazador e l i j a h Davison descubrió una gran gruta que conducía a una red de dos kilómetros cuadrados de túneles subterráneos y cavernas. Conocidas como las cuevas de Oregón. Este complejo ancestral es una de las pocas cuevas de mármol del mundo. Hay quien cree que este mundo bajo tierra es el hogar de los s a s q u a t c h que han sido avistados en el lugar por los indios nativos desde hace miles de años. Hay numerosos avistamientos de ese tipo de criaturas en cuevas. Diversos exploradores han oído extraños gritos de animales que procedían del interior de esas grutas, presenciando misteriosas criaturas de movimientos torpes. Si fueras un animal de carne y hueso de entre dos y dos metros de alto, te pasarías el día cazando para comer. Pero por la noche, con los cazadores de b i g f o o t s por ahí, cazadores normales y otros animales, hay que tener cuidado. El lugar ideal para esconderse sería bajo tierra. Quizás esa sea otra razón por la que no hemos encontrado al Bigfood. En lugar de mirar a nuestro alrededor, quizás deberíamos mirar debajo de nosotros. Las redes de cavernas que hay por todo el mundo no se han explorado en su totalidad. Es más, probablemente apenas se haya descubierto un pequeño porcentaje de ellas. ¿Qué podría haber ahí abajo? ¿Podría existir todo un sistema de formas de vida del que aún no tengamos constancia? Peces que nunca han visto la luz, especies de insectos. Podría facilitarle la infraestructura que el b i g f o o t necesitaría para sobrevivir. Quizá el b i g f o o t sea una de esas formas de vida. Nadie se encuentra al Sasquatch cruzando la autopista, los caminos o por el bosque. Si se tratara de una inteligencia no humana y alguien los hubiera creado para que se movieran por este planeta, podría haber alguna red de túneles. Eso explicaría por qué se encuentran en Georgia, Michigan, Pensilvania, California, por todas partes. Algo que siempre me ha intrigado del Bigfoot es la descripción del olor penetrante y como azufre que suele relacionarse con ese tipo de encuentros. La versión cristiana del demonio, del fuego y el azufre, precisamente ese olor a azufre está directamente relacionado con el mundo subterráneo o con el infierno. ¿Podría haber alguna relación entre la idea de los demonios subterráneos o Lucifer y el olor a azufre de los Bigfoot? ¿Podría ser que una raza de criaturas subterráneas hubiera vivido debajo de la superficie terrestre sin que lo supiéramos? En ese caso, ¿podrían llevar miles de años interactuando con nosotros? En los mitos de la antigua Grecia encontramos referencias a los trogloditas, estas criaturas peludas de aspecto feroz que vivían bajo tierra y que en ocasiones eran extremadamente terroríficas, pero también eran muy sabias y aportaron conocimientos al hombre en diversas disciplinas. Según las leyendas de la época, Los trogloditas descendían del cielo. Evidentemente, se escondían en algún lugar inaccesible para nuestros antepasados. Querían mantener su presencia en secreto. Hay numerosas historias que describen los intentos por explorar estos túneles de gente que en ocasiones nunca regresó. Los investigadores han descubierto guaridas, nidos, acumulaciones de maleza que indicarían que criaturas de gran tamaño las usarían como nido. Y me parece una prueba bastante convincente que algo esté haciendo esa especie de nidos con maleza, que algo los use y que probablemente viva bajo tierra. A lo largo y ancho del mundo hay numerosas redes de grutas extensas y misteriosas que están unidas entre sí. En el Tíbet, en la India, también en América del Norte y del Sur, algunas de ellas en la región noroccidental, como en el Monte Shasta. Sería bastante interesante que el Bigfoot se desplazara bajo tierra a través de esta red de túneles. Y que esas bases subterráneas las hubieran creado los extraterrestres. ¿Y si los extraterrestres hubieran construido grutas y redes de túneles para esconder a la criatura legendaria conocida como Bigfoot? Tal y como creen algunos de los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, en ese caso, ¿sería posible que estos seres de otros mundos siguieran habitándolas? ¿Podría ser que el Sasquatch o el Bigfoot viviera en nuestro planeta bajo tierra? ¿Qué relación hay entre el Sasquatch como fenómeno no humano y este planeta? ¿Cabría la posibilidad de que se trate de una criatura alienígena? No sabemos lo inteligente que es, pero hay teorías que sugieren que se trata de una criatura más inteligente y que evita al hombre escondiéndose en frías regiones montañosas a la espera de que la raza humana se destruya a sí misma para asumir entonces el dominio del planeta. Y, por supuesto, podría ser el fruto de la hibridación genética de alienígenas que llegaron a nuestro planeta y usaron el ADN para crear un híbrido entre el hombre y los monos. No puede descartarse nada. Pero puede afirmarse que existen en alguna parte basándonos en todas las pruebas encontradas, en los testigos presenciales, huellas, etc. ¿Y si el cruce entre humanos y seres alienígenas hubiera dado como fruto esta extraña criatura híbrida, tal y como sostienen los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? Quizá una investigación más a fondo del misterio del Bigfoot revelaría una verdad aún más inquietante. Rusia, 28 de febrero de 1927. El reputado biólogo y genetista Ilya Ivanov llevó a cabo una serie de polémicos experimentos en los que inseminó artificialmente a monas con esperma humano. El procedimiento resultó fallido. Pero tres años después, Ivanov invirtió la prueba, fertilizando hembras humanas con esperma de mono. Antes de que el experimento diera sus frutos, el gobierno soviético arrestó a Ivanov y lo desterró. ¿Pero acaso dio el científico un gran paso en el proceso evolutivo? ¿Llegó Ivanov a crear una especie híbrida a partir del ADN de un mono y de un humano? Ilya Ivanov estaba obsesionado con crear ese engendro. Esa criatura, mitad hombre, mitad chimpancé. Pero también estaba convencido de que si lo conseguía, sería posible que ambas especies se cruzaran. Y si una persona como él, eminente científico, estaba convencido de que algo así era posible, quizá la naturaleza ya lo había ofrecido, o quizá nuestros ancestros lo lograran en algún momento del pasado, y quizá esta criatura sea el resultado de este cruce. Ivanov era consciente de que era posible mezclar al hombre con el mono con la idea de que tendría nuevos rasgos y ofrecería nuevos logros que a la larga beneficiarían científicamente a la humanidad. Si la ciencia moderna fuera capaz de crear criaturas híbridas, mitad mono, mitad humano, ¿Podrían haber usado los extraterrestres en el pasado una tecnología similar o más avanzada, tal y como sostienen los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? Sería como la isla del Dr. Moro y las criaturas extrañas que había engendrado ese científico loco. Sabemos que las personas son quimeras, mitad animales, mitad humanos. Hay personas que van caminando por ahí con válvulas cardíacas de cerdo que los mantienen con vida. No cabe la menor duda que. Que la ciencia puede y seguirá escarceando con esos experimentos hasta crear abominaciones. h tiemblo con solo pensar en los tipos de criaturas que algunos científicos han intentado engendrar y de las que se han tenido que deshacer por ser demasiado horribles. ¿Sería posible que determinadas especies hubieran seguido reproduciéndose a lo largo de cientos de miles de años? La teoría de los antiguos alienígenas da respuesta a esa pregunta, y la respuesta es sí. Fue posible gracias a la intervención artificial directa sobre nuestra genética en el pasado, por parte de extraterrestres de carne y hueso, que usaron nuestro planeta como una especie de plataforma experimental. A lo largo y ancho del mundo encontramos estatuas que representan a estos seres híbridos. Algunas están en la India, como Nada, mitad hombre, mitad serpiente. En Grecia está la medusa, con el pelo hecho de serpientes. En Egipto, absolutamente todo su panteón estaba formado por esos seres mitad hombre, mitad animal, como Anubis, por ejemplo, con cabeza de perro y cuerpo de persona. Y sugerir que esas criaturas no eran más que seres de fantasía, en mi opinión, no se sostiene por ninguna parte, porque nuestros ancestros representaban lo que veían. Pero si el monstruo que conocemos como Bigfoot existe en realidad, y se trata de un híbrido alienígena que ha sobrevivido hasta nuestros días, ¿Para qué fue creado? Algunos de los defensores de la teoría de los antiguos astronautas creen que la respuesta se encuentra en los relatos sumerios del Anunnaki y en la criatura parecida al Bigfoot llamada Enkidu. Los dioses llegaron en un principio en busca de o r o pero no les gustaba tener que extraerlo. Así que los Anunnaki crearon lo que conocemos como Enkidu. Decidieron, como dioses, diseñar un nuevo ser que resultaría el modelo de obrero perfecto. Pero no tan sofisticado o avanzado como nosotros, sino el primer modelo de obrero que empleaban como esclavos. Si el Bigfoot se tratara en realidad de una creación de los alienígenas para extraer metales preciosos hace miles de años, tal y como sostienen los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, ¿por qué iban a seguir existiendo hoy en día? ¿Se trata tan solo de los restos de una antigua raza de seres híbridos? ¿O acaso esas bestias gigantes todavía trabajan para los extraterrestres? ¿Por qué iban a dejar a un personaje como el Sasquatch precisamente aquí? Podríamos enfrentarnos a inteligencias capaces de crear cualquier cosa con material genético. Habrían engendrado una criatura fuerte y suficientemente grande como para arreglárselo solo, con algún tipo de misión, pero que en ningún caso sería interactuar con el Homo sapiens. Quizá eso explique por qué el Sasquatch es tan huidizo. Podría tratarse de un experimento fruto de su propia curiosidad. O quizá tenían la intención de dejarlo en nuestro planeta. Quizá para probar el medio ambiente antes de venir y tomar posesión de la Tierra. Podría tratarse de un experimento genético a largo plazo. ¿Sería posible que la razón por la que no tengamos ninguna prueba física de la existencia del Bigfoot sea porque se ocultan mientras llevan a cabo algún tipo de misión secreta extraterrestre? ¿O quizás sean tan huidizos por su instinto de supervivencia, altamente desarrollado tras miles de años escondiéndose de una especie híbrida todavía más peligrosa? ¿El hombre? e <risa> Hong Kong, 1935. En una pequeña botica, el paleontólogo alemán Gustav von k o n i g s v a l d compró un juego de molares que se creía que pertenecían a un dragón ancestral. Después de analizarlos, von k o n i g s v a l d concluyó que había dado con la primera prueba fósil de una especie de mono extinta denominada Gigantopithecus. Con 3 metros de alto y un peso de 550 kilos. Este mono gigante que habría convivido con las primeras especies de homínidos durante decenas de miles de años es el mayor primate del que se tiene constancia. ¿Podría ser la criatura conocida como Bigfoot descendiente de esta bestia ancestral? Una teoría popular sobre los orígenes del Sasquatch es que podría descender de un gran simio, el gigantopithecus, una especie que vivió durante la última parte del Pleistoceno y que adquirió, al igual que otros tantos animales, unas proporciones gigantescas. Como simio, tenía un cerebro pequeño y tenía crestas y aristas de hueso que sujetarían los músculos descomunales con los que manejaría esta mandíbula tan pesada. Comparándolos, el gorila tiene también crestas y aristas como el gigantopithecus o el Bigfoot, supuestamente para sujetar los músculos y un cerebro muy pequeño, con una tapa craneal también pequeña. Las calaveras del gigantopithecus y de los gorilas de hoy en día son las típicas de los grandes primates. Pero la calavera humana, una especie que también se supone que desciende de los grandes primates, es muy diferente. La calavera humana es considerablemente más pequeña. Nos diferenciamos por tener una mayor capacidad craneal, mandíbulas más pequeñas y músculos más pequeños que las accionan. ¿Qué nos indican esas notables diferencias en especies relacionadas? ¿Y por qué los humanos apenas tienen vello y cuentan con un cerebro mucho más evolucionado que el resto de primates? ¿Somos el fruto de la evolución? ¿O podría ser que en realidad el auténtico híbrido a l i e n í g e n a no sea el Bigfoot, sino el hombre? e Lo que hoy en día denominamos el eslabón perdido es la intervención extraterrestre, porque sin esa intervención alienígena, la evolución no se hubiera producido tal y como nos enseñaron en el colegio. Después de despojarnos del vello, durante milenios, hemos tenido que vestir con pieles para calentarnos, y se supone que teníamos el cuerpo cubierto de pelo. Aquí hay algo que falla. Nuestros ancestros podrían haber sido alienígenas procedentes de otro sistema solar, quizá los grises. Lo que habrían hecho sería manipular los humanoides que habitaban el planeta por aquel entonces, pero humanoides en bruto, peludos, salvajes, los cavernícolas del pasado. Pero nos manipularon genéticamente y nos dieron su ADN extraterrestre. La progresión de la evolución darwiniana, de remontándonos desde el hombre de Neandertal y el Australopithecus hasta el hombre de Cromañón, sería posible que el eslabón perdido todavía se estuviera investigando. Dudo que lleguemos a encontrarlo, porque lo más probable es que el eslabón perdido fuera una alteración genética realizada sobre esos homínidos para crearnos a nosotros. ¿Y si el Homo sapiens no fuera una especie indígena del planeta Tierra? ¿Y si los humanos son el resultado de la ingeniería genética de los alienígenas, tal como sostienen los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? ¿Serían las criaturas conocidas como Bigfoot los últimos ejemplares de los homínidos prehistóricos, criaturas que dominaron en un principio este planeta? ¿Sería posible que durante la manipulación genética de los seres humanos, en algún momento empezamos siendo como el Sasquatch, el Bigfoot o el Yeti? Uno de los relatos que recogen los textos sumerios narra cómo los dioses se pusieron en contacto con una criatura s i m i e s c a en la tierra y dijeron: Podemos colocar nuestro marcador genético y crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esas criaturas s i m i e s c a s y peludas ya existían aquí en la tierra. Y posiblemente son el origen de cómo la humanidad fue manipulada por los Anunnaki hasta crearnos a nosotros mismos. ¿Podría ocultarse tras la leyenda del Bigfoot el relato de los terrícolas que escaparon de la experimentación de los antiguos alienígenas? ¿Podría eso explicar por qué llevan miles de años ocultándose del hombre? e Creo que lo que se denomina fenómeno paranormal y que rechaza la ciencia en algún momento, quizá en un futuro no muy lejano, ofrezca pruebas irrefutables sobre la existencia de estas criaturas. El hecho de que el Bigfoot haya podido quedarse al margen y permanecer oculto y se haya visto rara vez podría significar que son inteligentes. ¿Qué pasará cuando la población siga expandiéndose y se empiecen a poblar zonas remotas y el Bigfoot empiece a perder terreno? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde va a ir el Bigfoot? ¿A dónde? Creo que es una información extraordinariamente poderosa sugerir que en realidad somos el fruto de la manipulación genética por parte de los extraterrestres y que el Bigfoot podría ser la primera forma de vida inteligente que poblara la Tierra. ¿Sería posible que las leyendas del Big f o o t sean ciertas? ¿Podrían ser fruto de una manipulación genética realizada por seres extraterrestres? ¿O son los humanos las auténticas criaturas alienígenas, fabricadas a partir de ADN homínido y extraterrestre? En ese caso, ¿se explicaría así por qué el Big f o o t está nudizo? No porque nosotros le tengamos miedo. Sino porque ellos nos creen a nosotros. Inventos increíbles, adelantados a su tiempo. El helicóptero, el avión, el submarino, todos ellos fueron concebidos por Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci Dibujos que contienen mensajes ocultos. Tan solo es un retrato, pero posee unas dimensiones y unos misterios que aún están por descifrar. Y sofisticados robots diseñados hace más de cinco siglos. Nadie había visto jamás algo así: algo capaz de moverse solo. Leonardo da Vinci está considerado uno de los hombres más brillantes que jamás ha existido. Pero, ¿cuál era el origen de su vasto intelecto?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 ¿Podrían haber mantenido alguna conexión extraterrestre secreta con Leonardo da Vinci y otros artistas de su tiempo? Alienígenas. La conspiración de Da Vinci. Four, three, two, one, 24 de febrero de 2011. En lo que sería su último viaje, el transbordador espacial Discovery se acopla a la Estación Espacial Internacional. Su misión, transportar el último adelanto en ingeniería robótica hasta la fecha: el Robonauta 2. Sin embargo. Aunque cueste de creer, esta obra maestra de la tecnología moderna es el último de un linaje de robots humanoides cuyo diseño está basado en las ilustraciones que realizó hace más de 500 años el propio Leonardo da Vinci. Si nos fijamos en el Robonauta 2, podemos remontarnos en su linaje hasta Leonardo da Vinci, hasta el diseño básico, la estructura y las ideas en las que Leonardo estaba trabajando. Son como planos en tres dimensiones. Prácticamente podría crearse un ser humano a partir de ellos, que es básicamente lo que hicieron los ingenieros de la NASA. Leonardo ostenta el título del mayor genio de la historia del que se tiene conocimiento. Tenía una altísima capacidad intelectual, una creatividad extraordinaria, multidisciplinar, que le sirvió para llevar a cabo buena parte de lo que se propuso. Leonardo fue capaz de destacar en distintos ámbitos, algo francamente inusual. Fue un pintor de renombre y escultor. Pero también se adentró en la óptica geométrica, diseño mecánico, anatomía, geología, etc. Y destacó sobradamente en todos esos campos. Si se busca el mayor genio universal, una idea muy propia del Renacimiento, Leonardo cumple todos los requisitos. La obra de Leonardo da Vinci. Que abarca una asombrosa variedad de disciplinas, sigue siendo un referente para la ciencia, tecnología, medicina, arte y muchos otros campos, casi medio milenio después de su muerte. Pero, ¿quién fue Leonardo da Vinci? ¿Tan solo fue un hombre agraciado con una inteligencia e imaginación prodigiosas? ¿O puede que haya algo más detrás de su ingenio? Leonardo di Serpiero da Vinci nació a las afueras de la ciudad italiana de Florencia, en Vinci, el 15 de abril de 1452. Vivió en pleno apogeo del Renacimiento italiano, un tiempo marcado por los grandes adelantos artísticos y científicos y la búsqueda universal del conocimiento. El Renacimiento hay que entenderlo como algo literal. En aquel momento supuso el renacer. De valores que se atribuían de manera romántica a la antigüedad clásica, a los tiempos de Grecia y Roma. El periodo de mil años que comprendía entre la caída del Imperio Romano y el Renacimiento pasó a considerarse como una época oscura. Querían arrojar una nueva luz sobre el humanismo a la vez que devolverlo a la actualidad a través de la innovación intelectual y artística. Florencia era más grande que Londres, más grande que París y más grande que Roma en los tiempos de Leonardo. Allí se juntó un grupo de gente brillante. Pero aunque se considera el Renacimiento una era de sabiduría, no hay que olvidar que fue un tiempo decididamente marcado por la Iglesia Católica Romana. En los tiempos del Renacimiento, la Iglesia lo controlaba prácticamente todo. Todos los artistas o cualquiera que supiera leer y escribir estaba dentro del sistema monástico, por lo que la Iglesia fue el principal mecenas de todos los artistas del Renacimiento. En una época en la que todo era examinado por la Iglesia, el joven Leonardo da Vinci aceptó uno de sus primeros encargos artísticos. La ilustración sobre un escudo de madera de un monstruo de la mitología griega, la medusa. Una gorgona con la cabeza llena de serpientes. Leonardo dibujó una medusa tan aterradora que su padre creía que las serpientes estaban vivas. Pero si la mayoría de los artistas de la época pintaba imágenes de la Biblia judeocristiana, ¿Por qué Leonardo o p t ó p o r retratar a un monstruo de la mitología griega? Uno de los defensores de la teoría de los antiguos astronautas cree que podría haberse basado en una criatura extraterrestre. Si lo comparamos con los genios modernos, vemos que todos se han interesado en la idea de que no estamos solos en el universo, de que los extraterrestres se han puesto en contacto con nosotros. El propio Leonardo da Vinci creía en la existencia de esos extraterrestres. Cuando todavía era adolescente, Leonardo fue aprendiz de uno de los artistas más célebres de la época, Andrea del Verrocchio. Y existe un consenso a la hora de afirmar que su colaboración más notable durante esta etapa fue la anunciación. La escena que recrea el momento en el que se le informa a la Virgen María de su inminente embarazo del Hijo de Dios. Al parecer, Verrocchio empezó el cuadro como era habitual en él, empleando pintura al temple, en la que los pigmentos quedan ligados por el huevo. Y en algún momento, Leonardo intervino y acabó el cuadro pintando un ángel. En 1989, un comité de expertos sometió la anunciación a un profundo análisis en Florencia para verificar si el ángel del cuadro era realmente obra de Leonardo. Tras una cuidadosa inspección científica, se determinó que le correspondía la autoría sin la menor duda. Pero también descubrieron algo extraño e inesperado. Al pasarlo por los rayos X, el ángel de Leonardo se volvía invisible. v e r r o c c h i o empleaba pintura con plomo, al menos en su parte de la Virgen María. Leonardo, por otra parte, empleó otro tipo de pigmentos. Leonardo la acabó empleando una pintura sin pigmentos de plomo. Por eso, cuando la pintura se pasa por los rayos X, el ángel de Leonardo desaparece. ¿Por qué Leonardo, siendo el aprendiz, Acabó la obra de su mentor con un tipo de pintura diferente. Una posibilidad es que estuviera dejando algún tipo de mensaje, puesto que siempre destacó por esconder cosas en sus propios dibujos. ¿Y si Leonardo da Vinci hubiera pintado el ángel sabiendo que estaría dejando un mensaje secreto que no sería descubierto hasta el cabo de 500 años? En ese caso. ¿Por qué? Hay quien cree que se podría dar con la respuesta examinando la siguiente fase en la vida de este artista legendario. Entre 1476 y 1478 nos encontramos con un vacío en su vida. No sabemos ni dónde estuvo ni qué hizo durante esos años. Hubo años en los que desapareció dentro de su propia biografía. Hay un lapso de tiempo en el que no sabemos ni dónde estuvo viviendo, ni tampoco con quién estuvo trabajando, ni qué hizo. ¿Qué le sucedería a un hombre de la talla de Leonardo da Vinci para desaparecer literalmente de cualquier registro histórico, sobre todo durante un momento en el que empezaba a asumir una cierta prominencia? Una posibilidad sería que durante esos años Leonardo da Vinci fuera aleccionado por una serie de individuos especiales. Gente que le había enseñado cosas que una persona normal no tendría por qué haberlas visto. Quizá, al igual que el profeta bíblico Enoch, fue conducido a bordo de una nave espacial y los alienígenas le enseñaron la tierra desde el aire y le ofrecieron un concepto del cosmos y de las máquinas y de los inventos y de la tierra que jamás había tenido nadie antes. ¿Sería posible que Leonardo da Vinci hubiera recibido consejos por parte de los extraterrestres? Tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, hay algo cierto. Tras el regreso de Leonardo a Florencia en 1478, su producción creativa alcanzó un nivel inusitado, yendo más allá del arte y extendiéndose a muchas otras disciplinas. Crearía mapas aéreos de ciudades italianas con una exactitud increíble. Diseñaría y construiría el primer vehículo autopropulsado de la historia. E inventaría n máquinas avanzadas años, sino siglos, a su tiempo. Hay quien considera que recibió algún tipo de influencia extraterrestre, puesto que, a lo largo de la historia, aparecen como por arte de magia una serie de personas cada pocos siglos que contribuyen a los adelantos más fantásticos de la humanidad. ¿Cuál era el secreto del derroche de creatividad de Leonardo da Vinci? ¿Y por qué, en la misma época que alumbró a genios de la talla de Copérnico, Miguel Ángel y Shakespeare, Da Vinci destacó por encima de todos ellos? Los defensores de la teoría de los antiguos astronautas creen que se puede dar respuesta examinando los cuadros de Leonardo y los numerosos mensajes secretos que ocultan sus obras de arte más famosas. El Vaticano. Dentro de 44 hectáreas amuralladas y rodeado por la ciudad de Roma, se encuentra la nación-estado más pequeña del mundo. Y fue aquí donde, entre 1513 y 1516, Leonardo da Vinci empezó a cometer un acto que en aquella época constituía un delito con pena de muerte: la disección de cadáveres humanos. Llevaron a Leonardo de Milán al Vaticano para que pintara. Pero como el Vaticano contaba con unas catacumbas tan enormes, había numerosos espacios fríos en los que se podía d i s e c c i o n a r un cadáver y dejarlo expuesto sin que se descompusiera. Sabemos que se practicaron numerosas autopsias delante de las narices del Papa. Algo que la Iglesia Católica prohibía tajantemente. Da Vinci no se detenía ante nada a la hora de investigar el cuerpo humano. Compró cadáveres, incluso a pesar de que lo que hacía podría suponerle la pena de muerte. Nada le detuvo, necesitaba saber. Da Vinci sentía un impulso extraordinario por el conocimiento, a pesar de que podría acabar matándole. Durante sus 36 meses en el Vaticano, Leonardo da Vinci documentó decenas de d i s e c c i o n e s con sumo detalle. Pero, para mantener en secreto sus anotaciones sobre anatomía humana, las escribió empleando lo que se conoce como escritura especular. Sabemos que Leonardo adoptó a una edad temprana la escritura especular. En un momento de su carrera le sirvió para sus propósitos. La escritura especular es escribir al revés. ¿Por qué lo hacía Leonardo? Escribía al revés para que los fisgones no vieran lo que estaba escribiendo. Se dio cuenta de que aquello en lo que estaba trabajando, incluyendo varios inventos e incluso sus estudios de anatomía, era algo que la iglesia jamás aprobaría. Así que tuvo que realizarlo en secreto y sabía que era peligroso. Da Vinci empleó la escritura especular en todas sus creaciones, y no lo hizo como un simple juego, sino para evitar que los conocimientos que había adquirido llegaran a las masas incultas. Pero, ¿por qué estaba Da Vinci tan obsesionado con el estudio del cuerpo humano? ¿Qué conocimiento secreto y prohibido se había propuesto esclarecer o desvelar? Florencia, Italia, 1503. Leonardo da Vinci empieza a trabajar en un retrato que le encarga un acaudalado mercader de seda de su esposa. Pero será un cuadro del que nunca se separará y del que se obsesionará en cada detalle durante los últimos 16 años de su vida. La Mona Lisa. Tan solo es un retrato, pero posee unas dimensiones y unos misterios que aún están por descifrar. La sonrisa de la Mona Lisa no es el tipo de sonrisa que solemos ver en los retratos. Parece que sepa algo que nosotros no sabemos. Lo que empezó como un retrato, la representación de una mujer, se acabó convirtiendo en algo completamente diferente, en una especie de meditación filosófica sobre todas sus inquietudes intelectuales. ¿Qué tenía la Mona Lisa para que Leonardo da Vinci le dedicara los últimos años de su vida? ¿Y por qué le dedicó tanto tiempo a un simple retrato de 50 por 75 centímetros? Hay numerosas teorías sobre los símbolos y mensajes secretos de los cuadros de Leonardo. Todo lo que hizo se lo replanteó, incluso los temas más tradicionales, desde el principio, y se los imaginó de una forma nueva y creativa. Durante toda su vida, Leonardo da Vinci empleó una técnica llamada escritura especular. ¿Sería posible que empleara una técnica similar en sus obras de arte para dejar mensajes que sólo pudieran apreciarse empleando espejos? La escritura especular es algo que lo define. Y la posibilidad de que empleara el espejo como una dimensión desconocida en la que fuera imprescindible su uso para ver determinadas cosas en sus cuadros es algo que debería analizarse. En la Northeastern University de Boston, en Massachusetts, el diseñador gráfico Terence Mason emplea programas informáticos para buscar mensajes ocultos en las obras maestras de Leonardo. Sabemos que tenía una curiosidad insaciable por la reflexión y la refracción, así como por la óptica y la anatomía del ojo y cómo se proyectan las imágenes o se reflejan sobre espejos cónicos. ¿Sería posible que Leonardo empleara sus técnicas especulares para dejar mensajes ocultos en la Mona Lisa? En ese caso, ¿por qué? Aquí tenemos la Mona Lisa. Los retratos de Leonardo tenían siempre unas poses muy dramáticas. La posición de esta mano nos da una pista del punto de acceso, de la rotación de los espejos. Si le damos la vuelta, ¿qué vemos? ¿Es esa criatura con forma de casco una mera pareidolia? En ese caso, ¿por qué encontramos una criatura similar en otra obra de Da Vinci, La Virgen, El Niño Jesús y Santa Ana? En este cuadro, La Virgen de las Rocas, siempre nos hemos fijado en la pose dramática de las manos, que nos indica dónde debemos colocar el punto en el que se reflejan. Lo podemos manejar en tres dimensiones, podemos hacer lo que queramos, creamos un duplicado. Lo acercamos un poco. Da un poco de miedo. Se parece curiosamente a lo que hemos hecho con la Mona Lisa, ¿verdad? Y hemos obtenido algo similar a la concepción actual de las cabezas de los alienígenas. ¿Podría haber mensajes ocultos en los cuadros de Leonardo da Vinci? ¿Mensajes que revelaran la conexión del artista con extraterrestres? ¿Y por qué estaba tan obsesionado con decepcionar el cuerpo humano? ¿Lo hacía con finalidades artísticas? ¿O quizá había alguna razón algo más extraterrestre? Quizá la respuesta se encuentre examinando las obras de otros artistas del Renacimiento. Londres, Inglaterra. Aquí. En la Biblioteca Británica se conserva el Códice Arundel, una colección de 283 escritos con dibujos, inventos, pensamientos y escritos sobre varias disciplinas científicas y creativas. Leonardo se documentó bastante bien en comparación con la mayoría de artistas de su tiempo. Tenemos miles y miles de páginas escritas en las que reflejó lo que estaba pensando. Pero apenas hay datos personales, curiosamente. Leonardo guardaba con celo su vida privada en ese sentido. Entre los escritos de Leonardo se encuentran unas cuantas anécdotas personales, redactadas justo después de haber estado desaparecido entre 1476 y 1478. En una de ellas. El artista explica la aventura que vivió dentro de una gran cueva misteriosa. Describe cuándo se encontró en la entrada de una cueva oscura. Y cómo se sintió aterrorizado por la oscuridad y por aquello que podría ver en su interior. Por otro lado, sentía la necesidad de intentar averiguar qué había dentro. Hay quien especula que ese incidente. Se produjo en la misma época durante su infancia, en la que concibió el famoso escudo con la cabeza de la monstruosa medusa. La cuestión es: ¿qué encontró Leonardo en esa cueva? Nos imaginamos que fue un hecho muy significativo en su vida, puesto que le causó suficiente impresión. Como para escribir al respecto y convertirse en una de las escasas notas autobiográficas que dejaría. ¿Por qué Leonardo da Vinci, una persona que apenas escribía sobre su vida privada, decidió escribir sobre esa cueva como una de las primeras entradas de su diario? ¿Y por qué fue tan importante para él su experiencia en la cueva? Algunos defensores de la teoría de los antiguos astronautas creen que varios de los cuadros y dibujos del artista arrojan pruebas sobre un encuentro que Da Vinci habría tenido con los extraterrestres. Una de las cosas que vemos en las cabezas grotescas es una diferenciación bastante pronunciada del aspecto natural del cuerpo humano, del rostro humano, incluso de su manifestación más extrema. Visualmente, esas obras son arrolladoras, normalmente un poco inquietantes. Tienen una presencia muy extraña. Caras deformes, cráneos alargados, caras aplanadas. Unas imágenes monstruosas, espeluznantes, turbadoras. Tratándose de un artista conocido por las cuidadas representaciones realistas que realizaba en sus obras, uno se pregunta. ¿Qué diablos estaba viendo? ¿Había estado en contacto con criaturas que tenían ese aspecto? Son muy extrañas. ¿Son las cabezas grotescas de Leonardo tan solo fruto de la imaginación creativa del artista? ¿O podrían ser las pruebas de los encuentros de Da Vinci con seres de otros mundos? Según los registros históricos, Durante el Renacimiento se produjeron una serie de fenómenos inexplicables, presenciados en los cielos en buena parte de Europa y Asia. Durante el asedio de Constantinopla en 1453, los soldados aseguraron que les cayó fuego del cielo. En 1458, un platillo gigante parecido a la luna fue avistado surcando los cielos de Japón. Y en 1492, durante la épica travesía por el Atlántico de Cristóbal Colón, se vieron una serie de luces extrañas flotando sobre el océano. Justo antes de que Cristóbal Colón alcanzara el nuevo mundo, presenció una serie de luces anómalas en el cielo e informó de ellas. La tripulación las vio desde el barco, unas luces que no tenían explicación. Una especie de ovni estuvo guiando, al parecer, a las naves de Colón hacia el Nuevo Mundo. Podríamos tener aquí a los alienígenas asegurándose de que Colón lograra algo tan importante como el descubrimiento del Nuevo Mundo. ¿Y si Leonardo da Vinci hubiera estado al corriente de esos avistamientos de ovnis? Los defensores de la teoría de los antiguos astronautas creen que la respuesta es un sí rotundo y señalan que se pueden encontrar pruebas todavía más esclarecedoras en las obras de otros artistas renacentistas. Durante el Renacimiento se produjo una explosión extraordinaria de cuadros en los que aparecían anomalías en los fondos, anomalías que hoy en día denominamos o v n i s Hay cuadros que representan cosas muy extrañas en el cielo. Representaciones de ovnis, de extrañas orbes, o rayos que caen directamente del cielo, o estrellas fugaces con gente sentada dentro de ellas. ¿Por qué los artistas del siglo XV representaron objetos misteriosos en los cuadros que recreaban escenas bíblicas? Estaban intentando decirnos algo sobre el origen de la cristiandad. O podrían estar relacionadas estas imágenes extraterrestres con una serie de avistamientos de extraños objetos volantes. En la Northeastern University, el investigador Terence Mason examina algunas de esas extrañas imágenes aparecidas en cuadros renacentistas. Un ejemplo en particular, el bautismo de Cristo de Gelder, es muy raro. Hay muchos otros ejemplos que podrían explicarse por la iconografía, las representaciones gráficas de ángeles y nubes y luces. Pero si se observa ese cuadro, vemos un platillo brillante y sólido que emite cuatro haces de luz sobre el niño Jesús. Otro ejemplo sería el de la Virgen y San Juan Infante. Como vemos, no es uno de esos que se explican tan solo como una interpretación literal de un ángel en una nube, por ejemplo. Lo extraño en este caso sería: ¿qué es lo que aparece en el cielo? Si acercamos la imagen, vemos que es algo. No es un error, ni una mancha. Fue pintado a propósito, se notan las pinceladas. Es más, dentro de la composición del cuadro, aparece un pastor que se tapa los ojos. No se trata de ningún ángel ni de ninguna nube, sino de algo que está volando y no está identificado. Así que lo que tenemos es el cuadro de un ovni del siglo XVI. Es como si el pintor intentara representar a una especie de mensajero divino. Y esas representaciones, por lo que se ve, son ovnis. Tenemos a los pintores renacentistas mostrándonos a Jesús y al ovni juntos en el mismo cuadro. Durante el Renacimiento, gente como Da Vinci podría haber recibido conocimientos de los extraterrestres. ¿Y si las misteriosas imágenes de los cuadros del Renacimiento fueran la prueba de que Leonardo y sus coetáneos mantuvieron encuentros con extraterrestres durante el siglo XV? Para hallar la respuesta, los defensores de la teoría de los antiguos astronautas se centran no en los cuadros de Da Vinci, sino en sus inventos increíbles. El helicóptero Boeing H-64、AH、Apache. Esta aeronave de combate de cuatro hélices y dos motores alcanza una velocidad de 310 kilómetros por hora y asciende a una altura de 6400 metros. También es capaz de volar a escasos metros del suelo para evitar ser detectado por los radares. Pero lo que resulta todavía más fascinante de esta maravilla aérea moderna es el hecho de que su construcción. No habría sido posible sin los diseños para el vuelo vertical que dibujó Leonardo da Vinci hace casi 500 años. El helicóptero, el avión, el submarino, todos ellos fueron concebidos por Leonardo da Vinci. Él inventó todas las armas modernas que se usan hoy en día. Si hubiéramos desarrollado todas las ideas, conceptos y descubrimientos científicos de Leonardo da Vinci, se calcula que podríamos haber pisado la Luna ya en el siglo XIX. Se adelantó 500 años a su tiempo y la mayoría de sus artilugios no podrían haberse construido en aquella época por las carencias tecnológicas. Un diseño que Leonardo fue capaz de realizar durante su vida fue este: el primer robot completamente funcional de la historia. En 1517, en el famoso Castillo de Clos en Amboise, en Francia, Leonardo da Vinci, a los 65 años, le regaló al rey Francisco I de Francia un león mecánico a tamaño real. Al igual que la réplica que se conserva hoy en día en el Museo del Castillo, el león mecánico se podía mover de manera independiente y hacía gala de una increíble destreza. Por los datos que tenemos del león de Leonardo, sabemos que se desplazaba por el suelo autoalimentado. La mayoría de los que presenciaron la presentación ante el rey se enfrentaron al león mecánico. Con miedo, dado que jamás habían tenido ocasión de ver algo como aquello, algo capaz de moverse solo. Pero, ¿cómo pudo Da Vinci concebir un artilugio tan elaborado y sofisticado? Uno que no se duplicaría hasta 300 años después. La ingeniería le planteaba un reto: ¿cómo puedo hacer que ande un robot? Aunque sea un león robot y aunque no empleara la palabra robot, a la práctica sí que creó un robot plenamente operativo. Que Leonardo tomara sus ideas y sus dibujos y fuera capaz de proyectar su uso en el futuro es algo admirable. A él le debemos todas las ideas mecánicas y robóticas de hoy en día. Aquí. En la exposición de las máquinas de Leonardo da Vinci en St. Louis, Missouri, artistas e ingenieros italianos han recreado con gran esfuerzo más de 60 inventos de Leonardo. Este es el primer tanque del que tenemos constancia. Leonardo da Vinci concibió un arma capaz de disparar en 360 grados. Originalmente se había diseñado para llevar caballos, pero se asustaban con tanta facilidad que enseguida la diseñó para los seres humanos. Cuando se presentó la idea en aquella época, el tanque no era muy práctico y no se construyó hasta siglos después. Este es el aparato de respiración subacuática de Leonardo da Vinci. Leonardo expuso la teoría de que no iba a exhalar en el mismo aire que estaba sinhalando. Concibió la idea del dióxido de carbono y le acopló otro tubo mediante el que se podría respirar aire fresco desde la superficie. Inventó el compresor de aire. Alguien desde la orilla o desde una barca presionaría e impulsaría el aire por el tubo hasta el casco para que el buzo respirara. Cuando los británicos pusieron en práctica el diseño de Leonardo, funcionó. Pero de todos los inventos increíbles de Leonardo da Vinci, quizá los más impresionantes son los relacionados con la tecnología aeronáutica. Casi 400 años del primer vuelo de los hermanos Wright en Kitty Hawk, en Carolina del Norte, el inventor del siglo XV había diseñado numerosas máquinas voladoras, incluyendo una La Delta y una aeronave que funcionaba como los helicópteros de hoy en día. Esta es la famosa hélice de Leonardo. Y es el primer intento conocido del vuelo en vertical. Se diseñó para cuatro personas que se sentarían en círculo y generarían la energía necesaria para mover la hélice que los elevaría. Un planteamiento similar al de los helicópteros de hoy en día. Leonardo necesitaba conocer las respuestas a algunas de las grandes preguntas que también se formulan en la teoría de los antiguos alienígenas, como es la cuestión de volar. No me cabe la más mínima duda. De que una persona como Leonardo da Vinci se planteó la pregunta: ¿estamos solos en el universo? Y que su conclusión, incluso en aquel momento, fue no. ¿Cuál fue el origen de los increíbles y proféticos inventos de Leonardo da Vinci? ¿Fueron fruto de su genio desbordante? ¿O sería posible? Tal y como consideran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, que Leonardo hubiera estado influido por una inteligencia extraterrestre. Una inteligencia que se le revelaría en el pasado. O quizá una que él mismo poseyera. En el norte de los Apeninos, Italia. Aquí. En las montañas a las afueras de Florencia, un joven Leonardo da Vinci pasaba buena parte del tiempo examinando los misterios de la naturaleza. Dado que sus padres no estaban casados, quedó excluido de las academias prestigiosas a las que acudían muchos de sus coetáneos. En Florencia se reformó la Academia Platónica y pasó a ser una institución de conocimiento muy en boga, pero sabemos que a Leonardo da Vinci no se le permitió el acceso a la Academia. Se trata de un joven que estuvo a su suerte hasta los 19 años, que viajaba por los caminos. Observaba las piedras, estudiaba los pájaros, miraba el curso del agua, estudiaba las montañas. Estaba inmerso en la naturaleza literalmente. Ningún otro artista del Renacimiento mostró tanto interés por la naturaleza ni por el mundo que le rodeaba. Ansiaba el conocimiento, ansiaba la información. Fue capaz de crear un corpus de conocimiento equiparable al corpus que la Academia Platónica, en conjunto, fue capaz de elaborar. También fue en el norte de los Apeninos donde se cree que Leonardo descubrió la cueva de la que escribió en su diario. Es muy probable que la historia de la cueva sucediera hacia 1480, ya que es el momento en el que fue escrita en el Códice. El hecho de que Leonardo decidiera documentar lo que le sucedió en aquel lugar nos indica. Lo mucho que le impactó a nivel psicológico al artista. Pero aunque la localización exacta de la cueva y la fecha en la que Leonardo la descubrió siguen siendo desconocidas, muchos creen que podrían ser la clave para comprender el origen de la increíble inteligencia del artista. Y que desvelarían el misterio de lo que pasó con él durante los dos años que estuvo desaparecido. Entró en la cueva y desapareció. A mí lo que me sugiere es un portal con el que viajaría en el tiempo. Abriría portales que lo proyectarían tanto al pasado como al futuro y lo devolverían luego al presente. A lo largo de la historia ha habido varias personas como Leonardo da Vinci, cuya inteligencia y las visiones que tienen son tan increíbles que parece que sean capaces de ver el futuro. Y no van a acabar influyendo el tiempo en el que viven, sino que van a cambiar drásticamente el mundo para siempre. Y uno se pregunta: ¿de dónde proviene ese tipo de inspiración? En el caso de Leonardo, fue capaz de predecir cosas e inventarlas, cosas que no tendríamos hasta siglos más tarde. ¿Sería posible que Leonardo da Vinci obtuviera tales conocimientos científicos y creativos fruto de un encuentro con los extraterrestres? ¿O y si Leonardo hubiera caído en un portal con el que viajar en el tiempo y que le hubiera permitido visitar el futuro? Un futuro en el que ya existieran los robots, los helicópteros, determinadas armas y otras máquinas prodigiosas ya existieran. Y que el artista intentaría después replicar. Algunos defensores de la teoría de los antiguos astronautas creen que la respuesta se encuentra en la parte que realizó del cuadro de la Anunciación y en el significado del llamado ángel que desaparece. La Anunciación de Leonardo i Berroquio representa el momento en el que el arcángel Gabriel llega y le dice que María, que está embarazada, alumbrará al Hijo de Dios. Algunos expertos especulan con la posibilidad de que al pintar al ángel de la Anunciación que desaparece tras los rayos X, al igual que San Gabriel, él es el mensajero. Y después, con su siguiente obra, nos diría que ha llegado el gran regalo para la humanidad. Y las contribuciones que hizo Leonardo da Vinci a la humanidad son un auténtico regalo que dejó como legado. Habría que preguntarse si Leonardo no hizo todo esto mientras le estaban animando en secreto alguna especie de maestros extraterrestres que lo apoyaban. ¿Y si Leonardo da Vinci, el hombre al que muchos consideran el mayor genio de la historia, hubiera sido el elegido de los extraterrestres para acelerar el progreso de la raza humana? ¿O acaso tan solo intentaba transmitirnos los increíbles inventos del futuro que había presenciado en persona? Sin duda, la personalidad más influyente del primer milenio fue Jesús. Pero cuando pasamos al segundo milenio, creo que Leonardo podría considerarse la personalidad dominante más importante y la que realizó más contribuciones en más disciplinas durante esos mil años. Cuando analizamos la antigüedad, vemos que los genios siempre se han identificado con cualidades divinas propias de un superhéroe. Incluso hoy en día colocamos a los genios en un pedestal y prácticamente los adoramos. Es una constante a lo largo de la historia de la humanidad. La pregunta entonces es: ¿de dónde v i e n e Si uno repasa la mitología, también nos encontramos con que los genios son creaciones divinas. Los genios y lo divino van cogidos de la mano. Leonardo da Vinci, el hombre que creó alguna de las obras de arte más famosas del mundo. Diseñó máquinas 500 años antes de que se llevaran a cabo y sentó las bases de la robótica avanzada de hoy en día. ¿Fui un viajero en el tiempo al que se le habría ofrecido, por accidente, una visión del futuro? ¿O fue el elegido para llevar a cabo una misión desconocida? Un mensajero que conspiró para mantener un pacto secreto con los extraterrestres. Quizá la respuesta se encuentre no en el espacio, sino delante de nosotros mismos. Oculta a la vista de todos en la sonrisa de un retrato de hace 500 años. Antiguos rituales estelares para invocar a las potencias celestiales. Lo que la disciplina de Kala Chakra nos dice es que podemos controlar el tiempo. Leyendas de seres de otros mundos viajando a través del tiempo. Sería conveniente no descartar la posibilidad de que estos alienígenas en realidad sean viajeros en el tiempo. Y teorías científicas que revelan los secretos del universo. Si alguien puede viajar a una velocidad superior a la de la luz, teóricamente podría viajar en el tiempo. De veras, son los alienígenas seres de otros mundos. O podrían ser la prueba de los logros tecnológicos futuros de la humanidad. Habría que plantearse si quizá fueran extraterrestres viajando en el tiempo o quizá humanos procedentes de nuestro propio futuro. Millones de personas de todo el mundo creen que los extraterrestres nos visitaron en el pasado. Y si fuera cierto, condicionaron nuestra historia a los alienígenas en la antigüedad. Y en ese caso. Podrían hallarse pruebas que demostraran la existencia de los viajeros en el tiempo, los viajeros del tiempo. Berna, Suiza, 26 de septiembre de 1905. Albert Einstein publica su célebre teoría de la relatividad. Según este extraordinario descubrimiento científico, el espacio y el tiempo son s o l o uno. Según la vieja teoría de Newton, el espacio era un recipiente rígido, mientras que el tiempo fluía. Einstein revolucionó esta idea con su teoría. El espacio se convertía en un entorno flexible y el tiempo podría alterarse. Einstein se dio cuenta de que si vas a gran velocidad se llega a alterar el ritmo de las agujas del reloj. Antes de Einstein nadie lo había entendido así ni se lo habría imaginado porque solo sucede cuando te acercas a la velocidad de la luz. Sería posible, dentro de las leyes de la física, recorrer largas distancias y seguir vivo. Está relacionado con la relatividad especial y la idea de que, si eres capaz de viajar a una velocidad cercana a la de la luz, el tiempo se ralentiza. De ahí que, si pudieras viajar casi a la velocidad de la luz, pasarían solo uno o dos días en lugar de cuatro años. 30 de enero de 1933. Berlín, Alemania. Adolf Hitler llega al poder con el partido nazi. Y Albert Einstein se escapa a los Estados Unidos. Temeroso ante el ascenso de Hitler, advierte a los Estados Unidos y al mundo entero de los terribles peligros a los que se enfrentaría la humanidad si los nazis llegaran a adquirir una tecnología avanzada. Pero, ¿y si al revelar al mundo sus innovadoras teorías, Einstein hubiera ayudado sin querer a los nazis para que construyeran una máquina del tiempo? Sureste de Polonia, Cordillera Sobie. Aquí ocultos entre las colinas se encontraban siete complejos subterráneos construidos para un programa secreto nazi llamado Die Bloque, la campana. Algunos expertos aseguran que en estas instalaciones secretas, entre 1943 y 1945, los científicos del Tercer Reich llevaron a cabo experimentos clandestinos con la intención de ganar la Segunda Guerra Mundial. Estaban desarrollando muchos proyectos exóticos. Estaban al mando de los programas de los cohetes V1 y V2, pero creo que la cúspide de su experimentación era de b l o q u e o la campana, que la llamaban así precisamente por la forma que tenía. Al parecer, se trataba de un aparato muy, muy potente que giraba a gran velocidad sobre campos magnéticos. Y se cree que se trataba de una máquina del tiempo. La idea era que podían viajar al pasado y al futuro, alterar la historia, cambiar determinados acontecimientos y crear una nueva línea temporal y una nueva realidad. La existencia del misterioso aparato acampanado. Con un tamaño de 2,75 metros de ancho y 3,5 metros de alto, fue revelada por el general Jakob s p o g e n b e c k del alto mando nazi mientras lo interrogaban las autoridades polacas después de la guerra. Pero cuando los aliados capturaron el centro de investigación alemán, ni la campana nazi ni el responsable del proyecto, Hans Kammler, aparecieron. Hans Kamler m era el responsable de toda la tecnología secreta nazi. Ese tipo desapareció después de la guerra. Es más, hay cuatro versiones oficiales de su muerte. Así que nadie sabe a ciencia cierta ni cómo, ni cuándo, ni siquiera si murió, se marchó o qué sucedió en realidad. ¿Sería posible que el ejército alemán estuviera experimentando con tecnología para viajar en el tiempo? En ese caso, ¿podría haber viajado la campana nazi al futuro? 9 de diciembre de 1965. Miles de personas ven cómo una bola de fuego fulgurante cruza los cielos antes de estrellarse en Kecksburg, Pensilvania, a 48 kilómetros al sureste de Pittsburgh. El ejército apareció de inmediato en el lugar. Lo recogieron todo y dijeron que no había pasado nada. Lo que más me intriga del suceso de Kecksburg es la descripción del objeto. A diferencia de la mayoría de los platillos volantes, este era protuberante. Lo describieron como una bellota o como algo que se asemejaría a la campana nazi. ¿Podría ser el objeto que impactó en Keksburg la misteriosa campana nazi que había desaparecido 20 años atrás? ¿Y sería posible que los científicos alemanes hubieran descubierto la manera de transportar a los humanos de un tiempo y un lugar a otro, tal y como aseguran algunos expertos? En ese caso, ¿usaron las teorías de Einstein para crear su propia máquina del tiempo? ¿O quizás su inspiración? Fuera más divina. Tíbet, mayo de 1938. Durante una expedición por la región noreste de la cordillera del Himalaya, los oficiales nazis que habían ido a buscar los orígenes de la raza a r i a se encontraron, sin embargo, con unas enseñanzas budistas conocidas como Kalachakra. En la tradición budista se encuentra la idea de la samsara, la rueda del tiempo. En la iniciación Kalachakra se enseña a comprender el tiempo, en concreto el tiempo biológico, el calendario y el tiempo astrológico, y cómo todo ello te influye. Lo que la disciplina de Kalachakra nos dice es que, aunque nosotros veamos el tiempo como algo lineal, eso no es así. El tiempo es algo cíclico y, en cierto modo, podemos controlarlo. A lo largo y ancho del mundo budista se levantaron unas construcciones llamadas estupas, muy parecidas a la campana nazi. Ante las estupas, percibimos que podemos usar su forma para contactar con los dioses. Cuando aplicamos la práctica de Kala Chakra en este caso, estamos hablando de algún modo de desplazarnos en el tiempo. Las enseñanzas Kala Chakra ofrecen al individuo prácticas y técnicas con las que poder mantenerse al margen del tiempo y desplazarse en él. Entonces, Por lo que sería factible que los nazis estuvieran buscando secretos que les permitieran viajar en el tiempo. ¿Sería posible que los nazis descifraran los secretos de los viajes en el tiempo durante su expedición al Tíbet? En ese caso. Podrían ser las antiguas enseñanzas Kalachakra, la prueba de que los monjes budistas tibetanos supieran cómo viajar en el tiempo hace miles de años, tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas. Quizá podamos hallar la respuesta en las leyendas y rituales de una antigua civilización en Nuevo México. Cañón del Chaco, Nuevo México. En una alejada región desértica, a 240 kilómetros al noreste de Albuquerque, se encuentran las ruinas de los antepasados de los indios pueblo, los llamados Anasazi, que florecieron entre los siglos X y XII. Estamos en la plaza de Pueblo Bonito. Se trata de la representación de nuestro lugar en el universo. Están los mundos superiores, los mundos inferiores, y justo aquí se encuentra el plano de nuestro mundo. Este es el punto exacto en el que empezó el tiempo y el espacio para los antepasados de los indios pueblo que habitaron este lugar hace cientos de años. Los expertos creen que los a n a s a z i que significan los antiguos, erigieron su civilización con un conocimiento avanzado en materia de ingeniería, matemáticas y astronomía. Sea como fuere, levantaron una ciudad que es perfectamente circular, que se expande perfectamente en línea recta, cuyas estructuras predicen el ciclo lunar de 5200 años y los ciclos solares, todo geométricamente y sobre la piedra. Se trata de construcciones muy elaboradas que requieren conocimientos de ingeniería superiores a los que tenían los lugareños. Tuvo que ser obra de una civilización avanzada. Los Anasazi construyeron el cañón del Chaco. Como parte de una promesa que formaba parte de su modo de vida. Debían cumplir con los deseos del Creador. El cañón del Chaco les revelaba las enseñanzas, unas enseñanzas que procedían de la gente de las estrellas. Pero, ¿cómo pudieron levantar en la antigüedad unas estructuras tan complejas en la maquinaria moderna? ¿Y quién era esa gente de las estrellas que brindaba sus conocimientos a los a n a s a z i Los defensores de la teoría de los antiguos astronautas aseguran que la respuesta se puede encontrar observando los antiguos rituales y mitos del cañón del Chaco. Según las leyendas del lugar, Los Anasazi creían en una existencia multidimensional y practicaban rituales sagrados descritos como la observación estelar de cristal, ceremonias en las que algunos creen que podían viajar en el tiempo. Si uno asciende por los riscos hasta las viviendas de los Anasáfides de las alturas, se encontrará con una serie de minuciosos mapas estelares esculpidos en las cuevas. Allí era donde tenían lugar las ceremonias de observación estelar de cristal, en las que eran capaces de atravesar el tiempo y el espacio. En esta zona encontramos un pueblo que asegura haber llegado procedente de otra dimensión. Y advierte que se trata de un lugar de emergencia que había interactuado con criaturas misteriosas. ¿Acaso los Anasazi creían en los viajes interdimensionales en el tiempo, tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? En ese caso, ¿podrían haber dejado alguna prueba palpable de sus contactos con otros mundos? s n o Me encuentro delante de los petroglifos de una vida, algo fascinante, como ven. Vemos motivos animales, pero también aparecen algunas criaturas extrañas, figuras humanoides, y un tipo sostiene lo que a mí me parece la representación de una galaxia en espiral. Los indios nativos americanos. Eran conscientes de nuestro lugar en el universo, de que formamos parte de una gigantesca galaxia en espiral. El símbolo de la espiral que se ve en la roca es una conexión entre los Anasati y los extraterrestres. Hubo contactos, y o bien llegaron con ellos o se fueron con ellos, no lo sabemos, pero se trata del puente que existió entre los Anasati y la gente de las estrellas. Se han encontrado cuatro petroglifos humanoides muy interesantes, uno de los cuales flota por encima de los otros tres con una protuberancia en forma de antena en la cabeza. Hay quien sugiere que se trata de una representación del pueblo hormiga que apareció y dio pie al nacimiento de la civilización humana. Según las leyendas de los h o p i Una tribu de indios nativos americanos que se cree que desciende de los a n a s a z i el pueblo hormiga los salvó de la primera destrucción del universo. El pueblo hormiga se describe como unos visitantes cósmicos muy especiales, quizás seres estelares o extraterrestres, que los rescataron del gran cataclismo llevándolos bajo tierra. Lo curioso es que existen relatos de la antigua Sumeria en los que se habla de unos seres llamados Anunnaki que también procedían de las estrellas. En la lengua Hopi, Anu significa hormiga y Naki significa amigo. ¿Sería posible que los Anunnaki fueran los amigos Hormiga o el pueblo Hormiga que describían los Hopi? ¿Qué es lo q e estamos i ¿Se aparecieron los Anunnaki de la antigua Sumeria también aquí, en el cañón del Chaco, hace miles de años, tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? Quizá la respuesta se encuentre en la leyenda de los creadores de alas. 1972. Un grupo de excursionistas que se encuentra explorando una red de grutas del Cañón del Chaco descubre una serie de pinturas murales e incluso unos textos en escritura cuneiforme, parecidos a los que aparecen en los restos arqueológicos sumerios. Tras un cuidadoso análisis, los defensores de la teoría de los antiguos astronautas sugieren que esas grutas estuvieron habitadas por unos seres que procedían del futuro, conocidos como los creadores de alas. Los creadores de alas aseguraban ser humanos y, a la vez, extraterrestres, que habían llegado de 300 años adelante en el tiempo. Y estaban usando el cañón del Chaco como su base para esta zona temporal. A la que habían llegado desde el futuro hasta nuestro presente. Yo creo que sí, que los creadores de Alas nos trajeron cultura, nos mostraron cómo era el futuro, lo que eran las matemáticas, la ciencia, el arte, el refinamiento. ¿Podría ser cierta la historia de los creadores de Alas, viajeros del tiempo del cañón del Chaco? En ese caso, ¿sería posible que se tratara de visitantes alienígenas? Los defensores de la teoría de los antiguos astronautas dicen que sí y sugieren que las pruebas se encuentran todavía en aquel lugar. Esto es una kiba. Las kivas eran los lugares más sagrados en los que tenían lugar las ceremonias de los antepasados de los indios pueblo, en las que hablaban del cosmos, del universo y de nuestro lugar en el universo. Los arqueólogos generalistas creen que las kivas tenían un techo de madera. Sin embargo, Algunas leyendas j o p i se refieren a esta estructura circular como una casa de nubes. ¿Y si estas casas de nubes en realidad fueran biocúpulas o biosferas construidas con tuercas y tornillos? Resulta curioso que las biosferas de hoy en día. Podrían parecer habitáculos enclavados en el suelo, pero con una cúpula gigante. Y aquí tenemos algo muy parecido. La cuestión es: ¿por qué iban a hacer algo así? Según sus mitos ancestrales, fueron testigos de un acontecimiento increíble relacionado con los extraterrestres. Y para ellos, fue un encuentro divino. ¿Sería posible que seres alienígenas vivieran en biosferas en el Cañón del Chaco, tal y como nuestros propios científicos se han imaginado nuestro futuro en otros planetas? ¿Y podrían haber viajado hasta aquí, no en una nave espacial, sino a través de un portal interdimensional? En ese caso, ¿de dónde vinieron? Quizás se encuentren respuestas en la otra punta del mundo, en el antiguo texto hindú del Mahabharata. El Mahabharata. En este texto sagrado hindú, escrito en el siglo VIII a.C., se describe el viaje del rey Bharata a los cielos para conocer al Dios creador Brahma. Y su regreso a la Tierra cientos de años más tarde. Algunos investigadores creen que este relato hindú podría ser uno de los primeros viajes en el tiempo documentados en la antigüedad. Se narra la historia del rey Baratá y cómo viaja al espacio para ver a los dioses. Y cuando regresa a la Tierra, se percata de que ha pasado muchísimo tiempo. Cientos de años, algo que le sucedería a cualquier viajero del espacio o también en los viajes en el tiempo. ¿Crees que has estado fuera apenas unos días? Pero cuando regresas a la Tierra descubres que has estado fuera cientos de años. Al igual que la leyenda del cañón del Chaco, por todo el mundo se han recogido relatos similares de viajes en el tiempo. En Japón, la leyenda de Urashima Taro. Describe la visita de un pescador al dios protector del mar Ryujin en su palacio subacuático, en lo que le parecían apenas tres días. Cuando regresa a su aldea de pescadores, descubre que ha estado fuera 300 años. Su casa está en ruinas. Toda la gente que conoce hace tiempo que murió. Nadie lo recuerda ni a él ni a su familia. En la Biblia hebraica, las descripciones del profeta Jeremías en Jerusalén son inquietantemente parecidas a los relatos de viajes en el tiempo. Incluso en la Biblia, el profeta Jeremías, mientras estaba sentado con unos amigos, se encuentra con un chico llamado Abimelech. Y Jeremías le dice a Abimelech, ve a las afueras de Jerusalén, a cierta colina, y tráenos unos higos. El chico se marcha y coge la fruta fresca. De pronto, Abimeleco oye un ruido. Nota cómo se levanta el viento y cae inconsciente. Al cabo de un rato, despierta y ve que es casi de noche. Así que regresa corriendo y la ciudad estaba llena de soldados extraños. Y dice: ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Jeremías y los demás? Y un anciano le dice: De eso hace 62 años. Se describe un viaje en el tiempo en la Biblia. Sur de Egipto, Isla a g i l k u í a Aquí, a 10 kilómetros al norte de Asoán, en el valle del río Nilo, se encuentra el templo de Isis. Construido en el siglo IV antes de Cristo, el templo fue el centro de culto de la diosa ejecia de la fertilidad y la naturaleza hasta el siglo VI después de Cristo. Isis se convirtió en la deidad más importante que llegó a tener el antiguo Egipto. Se casó con su hermano Osiris y se convirtieron en el modelo de marido y mujer al que todo el mundo aspiraba a parecerse. A ella se la ve como el símbolo de la vida, mientras que Osiris es el dios que gobierna a los muertos. Tanto si estás vivo como si estás muerto, siempre te vas a identificar con Isis y Osiris. Según las antiguas creencias religiosas egipcias, A la diosa Isis se la conocía como la Madre Divina, y se la consideraba el alma de la estrella más brillante del firmamento, Sirio. Para los egipcios, Osiris era Orión. Esa constelación era en realidad la encarnación del gran dios Osiris. Y Sirio era la representación de su mujer, hermana y consorte, Isis. Juntos gobernaban los cielos, así como la vida del pueblo egipcio. Muchas culturas de la antigüedad, como los egipcios los chinos, los griegos, los japoneses, todos tenían creencias, leyendas en las que aseguraban que los dioses que l o s crearon procedían de Sirio. Y esa estrella es de una importancia vital para casi todas las culturas de la antigüedad. Este conocimiento apareció en el antiguo Egipto y en África con la tribu de los dogones. Quienes aseguraban que unos seres de luz procedentes de Sirio habían creado al hombre. Está claro que muchas culturas tenían información acerca de Sirio y que la diferenciaban del resto. Pero no porque brillara más o menos, sino porque, del modo que fuera, Sirio era la responsable de enviarnos a los emisarios que nos educaron. ¿Podría ser la constelación de Sirio el punto de origen de los dioses de nuestra antigüedad? ¿O quizá fue el lugar de origen de unos extraterrestres viajeros del tiempo, tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? Según los astrónomos, Sirio se encuentra aproximadamente a 8,5 años luz de la Tierra, una distancia increíblemente mayúscula. Un año luz serían 9,5 billones de kilómetros, así que Sirio queda bastante lejos. Nuestros mejores cohetes van a 11 kilómetros por segundo, bastante rápidos, pero a esa velocidad tardaríamos en llegar a Sirio 200.000 años. Hasta la fecha, el lugar más lejano al que hemos viajado es la Luna, a unos 390.000 kilómetros. El siguiente paso sería Marte algún día, pero todavía supone un largo trecho para los humanos. Un viaje de seis meses hasta Marte y ser capaces de sobrevivir sin oxígeno y sin todo aquello que solemos tener a mano es un reto enorme. Las distancias son demasiado grandes y nuestra tecnología todavía no está al nivel adecuado para conseguirlo. Llegamos a la Luna, nuestra mayor distancia. No es que ninguna otra civilización no pudiera hacerlo. Al menos en la Tierra no disponemos de la tecnología necesaria. ¿Y si las distancias interestelares fueran demasiado grandes, incluso para seres extraterrestres avanzados? ¿Acaso su nivel de sofisticación técnica supera todo lo que nos podamos imaginar? Que sea imposible para nosotros no significa que sea imposible para todo el mundo. Y cuando estamos hablando de seres que son capaces de traspasar las fronteras del tiempo, es evidente que no están sujetos al tiempo del mismo modo que nosotros. ¿Acaso algunos de los mitos y leyendas de la antigüedad aportan pruebas de viajes intergalácticos en el tiempo, tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? En ese caso, ¿podría haberse establecido un pasadizo tanto para los alienígenas como para los humanos que conectaran ambos mundos? Quizá la respuesta se encuentre en un laboratorio subterráneo que se encuentra en Ginebra, en Suiza. s t o r c s Connecticut, enero de 2012. En un laboratorio de la Universidad de Connecticut, el físico teórico Roland Mallet realiza una demostración de su maqueta a gran escala de una máquina del tiempo. Usando un láser anular, genera un AD de luz circulante con el que el profesor espera demostrar que la luz, al retorcerse, dobla el espacio, formando un bucle en el tiempo. Lo que sucede es que estos lásers, aunque no se aprecie, están generando un patrón circulante de luz. Y resulta que ese mismo patrón está retorciendo el espacio vacío que hay en su interior. Al retorcer el espacio, se retuerce también el tiempo. Según la teoría de Einstein, ambos están conectados y al retorcer el tiempo se produce un viaje en el mismo. Porque si se concibe el tiempo como una línea recta y retorcemos el espacio, tenemos que al final el mismo espacio acabará retorciendo el tiempo hasta convertirlo en un bucle. Así que el logro de mi trabajo ha sido usar la luz para manipular el tiempo, lo que permitiría la posibilidad de viajar atrás en el tiempo usando la luz. Aunque tan solo es un prototipo, Mallet cree que podrá crear una máquina del tiempo operativa en apenas 10 años. Asegura que la energía de los haces de luz producirá un campo gravitacional suficientemente fuerte como para enviar a través del tiempo a un neutrón que no para de girar. Llamemos al spin hacia arriba 1 y al spin hacia abajo 0. Pongamos que envío un flujo de neutrones que giran arriba, arriba, abajo y arriba. ¿Cómo llamas a eso? Es código binario. Así que usando el spin de los neutrones, puedo enviar código binario que podría traducirse en un mensaje. ¿Pero sería posible enviar objetos más grandes a través del tiempo, como una persona o una nave espacial, con esta tecnología? La teoría de la relatividad de Einstein dejaba lugar a lo que se conoce como el puente de Einstein-Rosen, lo que conocemos hoy en día como un agujero de gusano. Dejaba abierta la posibilidad de que podemos viajar desde un punto A en la Tierra a un punto B en alguna otra parte del universo como si no hubiera nada entre ellos. Si existe la posibilidad de viajar en el tiempo de manera instantánea de punta a punta del universo a través de los agujeros de gusano, ¿Podría haber pruebas de que se empleara en la antigüedad una tecnología que lo permitiera? Los antiguos egipcios conocían las puertas estelares y los agujeros de gusano. Las pruebas que he descubierto se encuentran en el templo de Hato, en Dendera. Cuando entras y miras hacia arriba para observar lo que se conoce como el techo astronómico, ves a los dioses como seres lumínicos que viajan en sus naves de la eternidad. A mí lo que me sugiere es que no se usó el término agujero de gusano para estos portales temporales. Pero sí que se referían claramente a ellos. ¿Sería posible, tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, que seres estelares avanzados viajaran en el tiempo a través de agujeros de gusano para llegar a la Tierra? ¿O quizá poseían una tecnología para viajar en el tiempo aún más evolucionada, quizá basada en la física cuántica? Ginebra, Suiza. A 100 metros bajo tierra, en un túnel de más de 25 kilómetros de circunferencia, se encuentra el mayor acelerador de partículas del mundo, el gran colisionador de hadrones. Finalizado en el año 2008 por la Organización Europea para la Investigación Nuclear, también conocida como CERN, Este descomunal proyecto internacional podría permitir a los científicos la resolución de misterios extraordinarios relacionados con la creación del universo. El Gran Colisionador de Hadrones es una máquina que usamos para estudiar el comportamiento de las partículas subatómicas. El gran colisionador de hadrones se basa en el principio de la aceleración de protones, que son uno de los elementos clave del núcleo de un átomo. Se aceleran a velocidades muy, muy elevadas, básicamente en un movimiento circular para hacer chocar dos haces que van en dirección opuesta. Cuando se produce esa colisión de partículas, se obtiene una gran cantidad de ellas, como cuando chocan los objetos y se rompen en mil pedazos. Los protones también se rompen en pedazos. De ese modo, podemos estudiar las partículas fundamentales que constituyen la materia. El 13 de diciembre de 2011. Los científicos del gran colisionador de hadrones anunciaron el descubrimiento de la posible p r u e b a de la existencia del bosón de Higgs, lo que también se conoce bajo el nombre de la partícula de Dios. Algunos físicos han descubierto que existe una relación directa entre las cuatro fuerzas de la naturaleza de las que conocemos su existencia. Y el pegamento que las une, creemos que es la partícula de Higgs, que es la que le confiere a las partículas su masa y también le permite la unión de fuerzas. Así que descubrir la partícula de Dios sería el modo que tendríamos para entender la posible unión de las fuerzas de la naturaleza. Algunos científicos creen que el descubrimiento de la llamada partícula de Dios podría llevar la creación del s i n g l e t e de Higgs. Una partícula que se cree que posee la habilidad de saltar de una dimensión a otra, viajar adelante y atrás en el tiempo, y aparecer en el futuro o en el pasado. Dicho de otro modo, haría posible los viajes en el tiempo. Vivimos en un mundo de tres dimensiones, y en ocasiones se considera el tiempo como una cuarta dimensión. Aunque algunas teorías de la física, como la teoría de las cuerdas, predicen que en realidad hay muchas más dimensiones, hasta 10 u 11 dimensiones a la vez. Lo que pasa es que esas dimensiones no son accesibles, no las vemos. Se trata de dimensiones minúsculas, subatómicas, más pequeñas que las partículas que forman un átomo, y si se pudiera viajar entre esas dimensiones, aparecerías en un lugar completamente diferente. ¿Podrían existir otras dimensiones aunque todavía no seamos capaces de percibirlas? En ese caso, ¿podría ser que seres evolucionados de alguna galaxia lejana dominaran y usaran la partícula de Dios para visitar la Tierra, tal y como sugieren los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? Si c o l o c a s dos fotografías juntas del colisionador de hadrones y del calendario Azeca, t vemos que existe un inquietante parecido entre ambos. Del calendario azteca se sabe que era una puerta al universo. Y el colisionador de hadrones es algo parecido, porque estamos intentando descifrar los secretos del universo con esa máquina. Me parece fascinante que tengamos una escultura de hace tantísimo tiempo que, comparada con el moderno colisionador de hadrones, Resulta inquietantemente parecida. ¿Pura coincidencia? No lo creo. ¿Acaso en la antigüedad hubo contactos con viajeros del tiempo? ¿Estaremos a punto de descubrir esa misma e increíble habilidad? Quizás se encuentren pruebas de que esos viajeros no procedieran de galaxias lejanas. Sino de nuestro propio futuro. Desde que tuviera lugar el tristemente célebre suceso de Lomi en Roswell, Nuevo México, en 1947, ha habido cientos de avistamientos de extraterrestres documentados, e incluso testimonios en primera persona de abducciones alienígenas. Descritos como humanoides de cabeza grande y cuerpo pequeño, los investigadores creen que esos seres podrían ser una especie alienígena conocida como los grises. Esos alienígenas. No son muy distintos a nosotros. Tienen cabeza, manos, dos brazos, dos piernas, dos ojos, nariz, una boca rudimentaria. Por las descripciones que se tienen, se parecen bastante a nosotros, o a lo que de veras se asemejan. Esa la idea que tenían los primeros científicos de la forma en la que evolucionaría la raza humana a lo largo de los siglos. Si uno observa los extraterrestres que se han descrito, los grises, relacionados con el suceso de Roswell, su figura se asemeja bastante a lo que podríamos esperar o predecir que será el aspecto que tendremos en el futuro en caso de que nos convirtamos en una raza de viajeros espaciales. El accidente de Roswell en Nuevo México sucedió un 4 de julio. Casualmente, día del cumpleaños de la diosa egipcia Isis. Así que habría que plantearse si los supuestos cuerpos de alienígenas que se encontraron en aquel lugar, esos cuerpos delgados y de cabeza grande, quizás se trataron de alguna especie de extraterrestres que habían viajado en el tiempo. ¿Sería posible que los seres que se cree que se encontraron en Roswell hubieran llegado desde la estrella Sirio, al igual que la diosa egipcia Isis, tal y como sostienen los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? ¿Habrían llegado, acaso, usando una serie de conocimientos avanzados en materia de tecnología espaciotemporal? Creo que es muy probable que los visitantes alienígenas, si resulta ser tal y como creemos que son, estén usando algún tipo de teletransportación, o sin duda disponen de mecanismos de propulsión capaces de alcanzar la velocidad de la luz. Lo que sabemos es que los físicos de nuestro planeta, físicos cuánticos y la teoría de las cuerdas, han dado un paso de gigante aún mayor que el que se v i o el siglo pasado, al afirmar que no hay restricciones matemáticas a la hora de viajar en el tiempo, tanto al futuro como al pasado. Y cuando ves que la comunidad científica está diciendo que no hay restricciones, Nosotros nos planteamos cómo lo vamos a hacer. Los viajes en el tiempo son básicamente como la teletransportación. Podríamos ir de un lugar a otro de la Tierra en cuestión de milisegundos. Revolucionaría todo tipo de viajes y, a la vez, las conexiones entre nosotros mismos y cualquier otra civilización, incluyendo civilizaciones de otros planetas. ¿Pero quién son esas criaturas extraterrestres conocidas como los grises? ¿Sería posible que llegaran a la Tierra no desde el espacio exterior, sino del futuro o del pasado? ¿O podrían ser humanos que hayan viajado en el tiempo procedentes del futuro? Existen dos teorías sobre los grises. Hay relatos que aseguran que se trata de seres que han estado y siguen apareciendo desde tiempos inmemoriales. Pero también se han producido encuentros de los que se deduce y se asegura que los grises somos nosotros mismos en el futuro. Y que han viajado al pasado porque nosotros hemos provocado genéticamente una situación en la que los grises ya no son capaces de procrear, por lo que tienen que regresar a nuestro tiempo para ponerle remedio a la situación. La gente en los años 60 y 70 se preguntaba cómo serían los humanos dentro de mil o dos mil años. Y la idea era que habríamos ampliado nuestras aptitudes intelectuales, por lo que nos habría crecido el cerebro. Y tendríamos máquinas que harían todas nuestras tareas manuales cotidianas, por lo que nos convertiríamos prácticamente en seres inertes. Si uno se fija en esa idea de cómo sería el futuro de la raza humana, salta a la vista el parecido con la raza alienígena de los grises, con el extraterrestre de Roswell. Yo sí creo en los viajes en el tiempo. Dudo que haya algo imposible para nosotros en el futuro. Aunque nos parezca una completa locura, sucederá. Todo aquello que los humanos han podido pensar, calcular, incluso fantasear, acabará siendo realidad algún día. En ocasiones me pregunto si los o v n i s no serán en realidad viajeros del tiempo. Nuestra propia gente del futuro. Teniendo en cuenta los adelantos científicos de este último siglo. ¿Sería posible que los humanos del futuro descubran la habilidad de viajar en el tiempo, tal y como aseguran los defensores de la teoría de los antiguos astronautas? ¿Serán ellos, en realidad, los visitantes que se han documentado a lo largo de los siglos? ¿O se trata de alienígenas procedentes de otros mundos capaces de controlar el tiempo y el espacio? Quizá la respuesta no se encuentre aquí y ahora. Sino en algún otro lugar en el espacio-tiempo. Antiquísimos grabados que muestran a dinosaurios en compañía de seres humanos. A veces, hasta muestran a gente montada a lomos de dinosaurios. Huellas fosilizadas de dinosaurios halladas junto a las del hombre. Hemos encontrado huellas de pisadas humanas, de dinosaurios y de todo tipo de fósiles que, según los científicos, no deberían estar en el mismo estrato, pero los encontramos juntos. Y altos niveles de radiación encontrados en los huesos de un tiranosaurio rex. Tuvieron que pintarlos porque descubrieron que eran altamente radioactivos. ¿Fueron masacrados los dinosaurios por una colisión cósmica? fueron deliberadamente exterminados. ¿Sería posible que nos encontremos ante un exterminio y no una extinción? Millones de personas de todo el mundo creen que en el remoto pasado fuimos visitados por seres extraterrestres. ¿Y si eso fue r a cierto? ¿Ayudaron los alienígenas de la antigüedad a moldear nuestra historia? ¿Y si así fue? Logrará la ciencia mostrar la conexión entre los extraterrestres y los dinosaurios. Alienígenas y dinosaurios. Oxfordshire, en Inglaterra, 1819. En una cantera a la salida del pueblo de Stonesville, el paleontólogo William Buckland descubre numerosos huesos fosilizados de un enorme animal desconocido. Entre ellos se encuentran fragmentos de la mandíbula que aún conservan sus dientes. Aunque ya se han encontrado huesos similares con anterioridad, el Dr. Buckland es el primer europeo que deja constancia oficial del hallazgo de un dinosaurio, o como él lo llamó, un megalosaurio. Desde entonces se han encontrado dinosaurios en todos los continentes del planeta. Se han hallado dinosaurios de todo tipo. Hay dinosaurios con placas óseas dorsales, como el estegosaurio. Los hay con cuernos, los hay carnívoros. Hay dinosaurios de todo tipo. Vivían en hábitats muy diversos: desiertos, bosques subtropicales, zonas costeras. Hay más de mil especies conocidas de dinosaurios. Y sin duda hay otros miles que no conocemos. Su tamaño va desde el de una gallina al de los animales terrestres más grandes que han existido. El mayor animal terrestre que existe en la actualidad es el elefante. Pero el elefante sería un enano en comparación con el titanosaurio. Estamos hablando de un animal que pesaba unas 25 veces más que un macho adulto de elefante. Estas criaturas alcanzaban una longitud de más de 35 metros y un peso de 100 toneladas. Los dinosaurios herbívoros también habrían resultado peligrosos debido a su tamaño. Andar entre una manada de titanosaurios con sus 100 toneladas de peso probablemente habría resultado mortal. Y no digamos ya encontrarse cara a cara con un tiranosaurio rex. Los dinosaurios nos atraen enormemente. Cualquier niño se siente fascinado por ellos. Sabemos que algunos podían volar. Sabemos que podían aterrorizarnos. Son, en cierto sentido, como criaturas sobrenaturales. Se da el caso de que en este planeta, en tiempos remotos, todo era más grande. Los animales eran más grandes y también las plantas. Todo era gigantesco. El mundo de los dinosaurios era totalmente distinto al nuestro. Muchos otros animales existían también durante la era de los dinosaurios. Había reptiles gigantes nadando por los océanos. Había reptiles aéreos y volando sobre las cabezas de los dinosaurios. Y también había insectos, mamíferos, anfibios y demás criaturas. Pero sobre el terreno, los dinosaurios eran los reyes. En la ciencia ficción, imaginamos cómo sería viajar a un exótico, emocionante y extraño mundo extraterrestre en el que estas gigantescas criaturas. Recorrieran el planeta. Y resulta que eso ya ocurrió aquí mismo en tiempos prehistóricos. Aunque los científicos llevan casi 200 años estudiando los fósiles de dinosaurios, sus teorías sobre cómo eran y cómo vivían estas enormes criaturas varían a menudo, con cada nuevo a ñ l a z g o Por ejemplo, los paleontólogos han determinado hace poco que es probable que el tiranosaurio Rex no estaba recubierto de escamas, sino de plumas. Hemos encontrado plumas de dinosaurios conservadas en Ambar. Y ahora creemos que muchos dinosaurios, si no todos, tenían una especie de capa de plumas. Sabemos que tenían una conducta muy compleja. Los huevos que hemos encontrado muestran que muchos dinosaurios habían nido sobre el terreno, que los protegían de los depredadores y que traían alimento a las crías en desarrollo. Antes imaginábamos a los dinosaurios como unos aletargados reptiles gigantes. Que eran lentos y perezosos. Ahora se tiene un concepto totalmente distinto. Y creemos que eran mucho más activos. Muchos tenían plumas. Y presumiblemente eran de sangre caliente. Sabemos que crecían muy rápido. Los dinosaurios eran reptiles atípicos, por así decirlo. Aún tenemos mucho que descubrir sobre ellos. Antes era sencillo definir a los dinosaurios, pero ahora se ha vuelto mucho más complicado. Mientras los paleontólogos siguen descubriendo nuevos datos sobre la vida de los dinosaurios, hay quienes sostienen que su desaparición pudo tener algo que ver con la visita de astronautas extraterrestres en la antigüedad. Al estudiar a los dinosaurios, hay algunas cuestiones clave que aún necesitan respuesta. Ignoramos su grado de inteligencia. No sabemos realmente qué les pasó. Y lo que es más importante, ¿cuál fue su origen? Los científicos están convencidos de que los dinosaurios. Reinaron sobre este planeta durante 165 millones de años. En comparación, el Homo sapiens moderno, los seres humanos, solo existimos desde hace 200.000 años. Así que los dinosaurios son, con diferencia, la especie dominante en la historia de la Tierra. Pero a comienzos del siglo XIX, si alguien se hubiese atrevido a afirmar que el mundo estuvo repleto en otro tiempo de gigantescas bestias, algunas de las cuales pesaban más de 100 toneladas, le habrían dicho que estaba loco. Y sin embargo, la existencia Dinosaurios es ahora un hecho científicamente demostrado. Y bien podrían haber sido un temprano experimento biológico llevado a cabo por extraterrestres en la Tierra. Este planeta ha sido capaz de sustentar la vida durante millones, tal vez miles de millones de años. Entre la comunidad científica se cree que los dinosaurios dominaron el mundo hasta que una catástrofe natural los exterminó hace 65 millones de años. Hubo una extinción masiva que acabó quizá con el 50% de los seres vivos. Entre ese 50% se encontraban los últimos dinosaurios que existieron durante el final de la era de los dinosaurios, especies como el Triceratops o el Tiranosaurio Rex. La ciencia sigue especulando y buscando respuestas, y el modo en que se produjo la desaparición de los dinosaurios aún supone una incógnita que la ciencia no ha resuelto. Es posible que los extraterrestres quisieran sustituir a los dinosaurios por una especie mucho más inteligente, a su imagen y semejanza. Y la Tierra era el lugar perfecto para hacerlo. ¿Murieron los dinosaurios por una catástrofe natural de proporciones cósmicas? ¿O fueron víctimas de un exterminio intencionado? Quizás se pueda encontrar respuesta a ello mediante el estudio de numerosos grabados prehistóricos y otras obras de arte en las que aparecen los dinosaurios coexistiendo con el hombre. La Tierra hace 65 millones de años. Un asteroide de 12 kilómetros de envergadura se precipita hacia el planeta a una velocidad aproximada de 18 kilómetros por segundo e impacta en la región actualmente conocida como la península de Yucatán, con una fuerza de 100 millones de megatones. Según la opinión científica generalizada, este suceso catastrófico alteró para siempre el clima y la topografía de la Tierra. Y puso fin al reinado de los dinosaurios. El objeto que cayó tenía entre 12 y 15 kilómetros de diámetro. Su impacto produjo un profundo cráter y lanzó a la atmósfera un polvo negro que cubrió de oscuridad el planeta durante meses, o quizá hasta un par de años. Así pues, durante un tiempo, la luz del sol no debió llegar a la superficie de la Tierra y los organismos fotosintéticos, es decir, las plantas, empezaron a morir. Los dinosaurios herbívoros no habrían tenido nada que comer y por tanto se extinguieron. Como consecuencia, los dinosaurios carnívoros acabaron por no tener tampoco nada que comer y esto debió ocurrir durante un periodo de 5 a 10 años. Aún se discute con qué velocidad se produjo esa extinción. Pero. ¿Es posible que algunas especies de dinosaurios sobrevivieran a la hecatombe? Y no sólo que sobrevivieran, sino que prosperasen durante miles o incluso millones de años. Quizá la clave pueda encontrarse en las proximidades del cráter en el que los científicos sitúan el impacto del gigantesco asteroide sobre la Tierra, justo en el centro de lo que es ahora la península de Yucatán. A menos de 120 kilómetros del epicentro del impacto se encuentra hoy en día Chichen Itza, una de las mayores y mejor preservadas ciudades de la antigua civilización maya. Cabe preguntarse si fue solo una extraña coincidencia que Yucatán. El lugar donde se produjo el devastador golpe del asteroide que causó la extinción de los dinosaurios fuese también la región más habitada del imperio maya. Se dice que fue en c h i c h é n i t z á donde los mayas entraron en contacto con los dioses. Y me parece una extraordinaria coincidencia que de todos los posibles lugares del Golfo de México que pudieron elegir, Optasen por hacerlo justo allí donde algo cayó literalmente del cielo hace 65 millones de años. Los mayas creían que este contacto con los dioses, con el reino de los cielos, se siguió produciendo allí hasta tiempos más recientes. Por lo tanto, o nos encontramos ante una coincidencia, o se trata de algo más. Y este algo más es un tema del que casi nadie ha hablado, pero creo que se trata de un asunto a estudiar con mucho más detenimiento. En los territorios de los mayas y muchas otras zonas de México, hay curiosas representaciones gráficas de animales. Hay ejemplos de terosaurios y es famoso un dinosaurio que aparece en una pintura en m o r a n p a c Es forzoso preguntarse cómo es posible que los mayas tuviesen conocimiento de los dinosaurios y los cerosaurios, dado que supuestamente hacía millones de años que se habían extinguido. Si los dinosaurios llevaban millones de años extinguidos cuando apareció el hombre, tal y como sostiene la ciencia oficial, ¿Cómo explicar las abundantes obras de arte mayas en las que se muestra a seres humanos interactuando con lo que parecen ser dinosaurios y que han sido encontradas justo en la zona donde se supone que murieron estas criaturas? Quienes defienden existencia de astronautas en la antigüedad, creen que es posible encontrar más pruebas al norte de Camboya, en uno de los mayores complejos arqueológicos de culto religioso del mundo. Angkor Wat. Entre los intrincados relieves en piedra que adornan los muros de este lugar sagrado, hay numerosas imágenes fascinantes de animales que supuestamente habitaban en la región donde se construyó el templo. Pero una de esas imágenes muestra lo que parece un dinosaurio, y eso ha dado mucho que pensar a los arqueólogos y demás estudiosos. Hay un templo llamado Taprom. Que cuenta con una serie de medallones esculpidos en su superficie. Y uno de esos medallones en particular resulta llamativo porque muestra lo que parece un estegosaurio. Hay quien menciona este hecho como ejemplo de un dinosaurio que llegó a vivir en tiempos históricos. No es el esqueleto de un estegosaurio, sino un estegosaurio con piel y músculos, como si alguien lo hubiese visto estando vivo. ¿Cómo es posible que el artista pudiera esculpir algo así? ¿De dónde sacaron ese conocimiento? No hay duda de que las civilizaciones antiguas debieron encontrar restos de dinosaurios. Muchas de esas culturas poblaron zonas en las que los dinosaurios abundaron. Y estoy seguro de que encontraron restos aquí y allá. Y creo que al incorporar imágenes de lo que parecen ser dinosaurios a sus manifestaciones artísticas, Nos indica que intentaron dar explicación a esos restos. Lo que creo que no está claro es el grado de acierto de esa interpretación. Hasta hace 200 años, teníamos incluso dificultades para imaginar cómo encajaban entre sí los huesos de los dinosaurios. ¿Cómo se explica que los antiguos constructores de Angkor Wat tuviesen un conocimiento tan sofisticado de la anatomía de un dinosaurio? Es posible que obtuviesen ese conocimiento de primera mano, como resultado de una interacción real, tal como afirman los defensores de la teoría de los astronautas de la antigüedad. Estas son las colinas de Tsodilo, al norte de Botsuana, en África. En 2001, los arqueólogos hallaron aquí lo que para muchos es el artefacto de carácter religioso más antiguo del mundo. Un relieve que serpentea unos 6 metros sobre la roca, realizado por la antigua cultura san hace más de 70.000 años. El culto a la serpiente es una de las manifestaciones más antiguas de religiosidad. Y es posible encontrarlo en cualquier parte. Pero podría la enorme escala de la cabeza de la serpiente, con sus dos metros de altura, ¿Sugerir que el relieve no representa a un apitón, sino a un dinosaurio? Hay muchas obras de arte antiguas que muestran a seres humanos adorando a una especie de reptil, algún tipo de presencia reptiliana que estuvo aquí en la Tierra en el remoto pasado. La cuestión es: si ¿sí、es posible que nuestros antepasados vieran algo que intentaron reproducir. Y la respuesta es un rotundo sí. Cada vez que ha surgido algún indicio de la posibilidad de que los dinosaurios y la humanidad coexistieran, la ciencia ha intentado refutarlo con alguna explicación. Pero sabemos que la evidencia arqueológica sugiere realmente que esto no está tan claro. Sin duda es factible que nuestros remotos antepasados conocieran a los dinosaurios. ¿Pueden estas antiquísimas representaciones de dinosaurios ser pruebas de que los seres humanos coexistieron en algún momento con los dinosaurios? Según los científicos ortodoxos, la idea no es sólo increíble, sino directamente imposible. A no ser, claro está, que se les d e m u e s t r e mostrándoles las huellas fosilizadas de un dinosaurio junto a las de un ser humano. El Parque Estatal del Valle de los Dinosaurios, en Glen Rose, Texas, en 1930. Roland Baird, un investigador de campo en viaje de exploración para el Museo Americano, dejó constancia de haber encontrado aquí lo que parecían unas huellas humanas junto a las de unos dinosaurios, sobre un mismo estrato de sedimentos fluviales petrificados. Algunos investigadores encontraron huellas humanas junto a huellas de dinosaurios. 何かに対して何かに対して何かに対し l 何かに対して何かに対して何かに対して何かに対して何かに対して何かに対して何かに対して何かに対して何かに対して何かに対して何かに対して何かに対して何かに対して何かに対して何かに対して何かに対して何かに対して何かに対して何かに対して何かに対して何しかして Pero hay indicios, tanto arqueológicos como geológicos, que sugieren que no es así. Existen pisadas que sitúan a algunos antecesores nuestros y a los dinosaurios en el mismo estrato. ¿Podrían estas huellas fosilizadas demostrar realmente que en algún momento los seres humanos coexistieron con los dinosaurios? Según la opinión científica mayoritaria, Las pruebas fósiles encontradas en el valle de los dinosaurios, en el mejor de los casos, no son concluyentes. La era de los dinosaurios abarca tres periodos básicos: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. No reciben sus nombres de los dinosaurios, sino de las distintas estructuras geológicas que se encontraron en ellos. El Triásico se inicia hace unos 250 millones de años y acaba hace 200 millones de años. El Jurásico va desde entonces hasta hace 135 millones de años y el periodo final, el Cretácico, termina hace 65 millones de años. Es sencillamente imposible decir que todos y cada uno de los dinosaurios del planeta Tierra desaparecieron por completo, y muy probablemente algunos sobrevivieran durante unos cuantos millones de años más. La técnica científica más extendida para la datación de fósiles se denomina datación por radiocarbono. Con este sistema se mide el índice de desintegración de un isótopo radioactivo en un objeto de origen biológico. El carbono 14 no es un isótopo estable, por lo que se degrada con el tiempo, mientras que el carbono 12 no lo hace. Por tanto, al comparar las cantidades de ambos, podemos obtener una fecha aproximada. Para hacer una datación por carbono, se necesita que el material sea de origen biológico. Ha de ser madera o hueso, algo que tuviese vida. Una piedra no puede datarse mediante carbono, y a menudo los arqueólogos no tienen más indicio que el encontrar algo orgánico debajo de esa piedra, y sacan la conclusión, no necesariamente correcta, de que esa cara de la piedra data del mismo periodo que la cosa que tiene debajo. No hay una técnica científica que nos permita datar por sí mismos a objetos o huesos con millones de años de antigüedad. A los huesos de dinosaurios se les atribuye una fecha basándose en la edad de los depósitos minerales en que fueron hallados, porque sí hay métodos para datar esos depósitos. Los resultados de las dataciones por radiocarbono no se publican en artículos revisados por especialistas. Hoy en día ocurren tantas cosas en el mundo científico que está claro que los científicos están más abiertos. Y por eso la ciencia está también empezando a cuestionarse la idea de que los dinosaurios desaparecieran totalmente hace 65 millones de años. La datación por radiocarbono parte de la base de que la concentración del carbono radioactivo, el carbono 14, ha sido siempre constante en la naturaleza. Y creo que esa suposición podría no ser cierta, porque el carbono 14 se origina a partir de ciertas interacciones de la radiación cósmica en la atmósfera. Pero si estas interacciones hubiesen variado en el pasado, cosa que bien podría haber ocurrido, entonces la producción de carbono 14 que tuviese lugar en la atmósfera, en el momento en que ésta quedó fijada en el objeto examinado, No sería la misma que ahora. Pero si los restos fósiles de los dinosaurios no pueden datarse con fiabilidad, ¿podrían algunos de ellos ser miles o incluso millones de años posteriores a la época en que los paleontólogos creen que se extinguieron estos animales? Quienes defienden la teoría de los astronautas de la antigüedad opinan que sí, y se apoyan en indicios adicionales hallados en Sudamérica. Provincia de Ica, en Perú. En 1961, unos trabajadores desenterraron en el desierto de Ocucaje una serie de piedras de andesita con grabados. En muchas de ellas se habían representado lo que parecían ser encuentros entre seres humanos y dinosaurios. Y desde entonces se han encontrado aproximadamente 50.000 de estas misteriosas piedras por toda la región. He、fotografiado cientos de ellas en una colección que se conserva en la ciudad de Ica. Allí vivió un viejo profesor, el doctor Cabrera, a quien los indios llevaban piedras de todo Perú. Y sobre estas piedras están estos fantásticos grabados. En 1966, Javier Cabrera, un médico peruano, empezó a investigar las ahora denominadas piedras de Ica. En el Museo del Dr. Cabrera se conservan más de 20.000 de estas extrañas piedras grabadas. Si todos los dinosaurios se extinguieron hace unos 60 millones de años, normalmente ningún ser humano debería haber visto n u n c a un dinosaurio. Pero hay maravillosas imágenes grabadas en piedra en las que se pueden ver juntos a animales y a personas. A veces los seres humanos incluso aparecen montados a lomos de los dinosaurios. Lo que tenemos aquí es una muy singular piedra funeraria de Ica, en la que se muestra que el hombre y los dinosaurios convivieron en una misma época. Vemos a varios triceratops, brachiosaurios, tiranosaurio rex, ese tipo de criaturas. Así que, o bien los siqueños de entonces las habían visto, o bien sabían mucho de los dinosaurios porque lo s representaron con precisión. Aunque muchos partidarios de la teoría de los astronautas de la antigüedad creen que las piedras datan del periodo entre el siglo V a.C. y principios del siglo XIII de nuestra era, la mayoría de la comunidad científica se mantiene escéptica sobre su origen. Ahora bien, Dado el gran número de piedras que existe, habría hecho falta que un artista grabase más de mil de ellas al año durante 45 años. Pero aunque se demuestre la autenticidad de las piedras de Ica, quedarán otros enigmas por resolver. ¿Qué les pasó a los dinosaurios? ¿Fueron simplemente cazados hasta extinguirse? Y si así fue, ¿quién los cazó y por qué? Imagínense una época en la que hubiera muy pocos seres humanos en este planeta. Y quizá también dinosaurios. Estos seres podrían haber exterminado fácilmente a nuestros ancestros. Si nuestros antepasados e s t u v i e r o n en un entorno en el que hubiera también dinosaurios, estos habrían sido la mayor amenaza a su supervivencia. Resultaron los dinosaurios demasiado grandes, demasiado territoriales, o sencillamente demasiado mortíferos como para que los seres humanos dejasen que sobrevivieran. ¿O fue su desaparición parte de un plan mayor, no de la humanidad, sino de seres de otros mundos, tal como especulan muchos partidarios de la teoría de los astronautas de la antigüedad? Quienes defienden esta idea creen que se pueden encontrar indicios de e l l al estudiar los asteroides que amenazan a la Tierra. El c a p i t o l i o de Estados Unidos en 1992. El Congreso autoriza la financiación del programa SpaceGuard, una red global de telescopios diseñados para escrutar los cielos en busca de asteroides que amenacen a la Tierra. En 2011, la NASA ya había identificado aproximadamente 10.000 objetos cercanos a la Tierra que potencialmente podrían impactar contra nuestro planeta. De todos los peligros naturales que conocemos, tales como terremotos, Volcanes, huracanes o tifones. El riesgo de un impacto cósmico, es decir, la posibilidad de que nos golpee un cometa o asteroide, es el único peligro que podemos eliminar. No se puede detener un terremoto o un volcán. Pero si tuviésemos aviso con una o dos décadas de antelación de que un objeto podría golpear contra la Tierra, disponemos ya de la tecnología necesaria para enviar una nave espacial a darle un empujón y desviarlo ligeramente para que no nos dé. Si nosotros podemos controlar la trayectoria de los asteroides para alejarlos de la Tierra, entonces sin duda. Es posible que una cultura extraterrestre muy avanzada haya tenido la tecnología necesaria para dirigir un asteroide hacia la Tierra. ¿Lanzaron unos avanzados alienígenas un asteroide hacia ese punto? Entra dentro de lo factible que unos extraterrestres avanzados dirigieran un asteroide hacia la península de Yucatán. La cuestión es si bastó ese impacto para desencadenar la extinción. Y eso resulta controvertido, ya que según algunos, no habría sido suficiente. Durante décadas, los científicos ortodoxos han creído que el asteroide que pudo borrar del mapa a los dinosaurios era un fragmento de un asteroide gigante llamado Baptistina. Pero el 19 de septiembre de 2011, la NASA concluyó que el mortífero asteroide pudo haber tenido otro origen. Hay quien opina que es posible averiguar cuál fue el origen del objeto que nos golpeó hace 65 millones de años. Otros no lo creemos, sencillamente nos faltan datos. Pero si el asteroide no se desprendió de Baptistina, ¿de dónde vino entonces? Sería posible, tal como creen los partidarios de la teoría de los astronautas de la antigüedad, que el objeto no fuese un asteroide, sino un arma extraterrestre. Quizá la extinción fue desencadenada por extraterrestres muy avanzados con la intención de destruir específicamente a los dinosaurios. En 1980, El físico Luis Álvarez descubrió una delgada capa de sedimentos de unos 65 millones de años de antigüedad que contiene altos niveles de iridio, un elemento que no se encuentra fácilmente sobre la Tierra. Ese iridio probablemente procede de un asteroide o de un cometa, pero desde luego vino de algún rincón del sistema solar muy apartado de la Tierra y la Luna. Algunos investigadores. Creen que el iridio se depositó en la Tierra por la caída de cuerpos celestes como meteoritos, cometas y asteroides. Pero ese elemento tan escaso también pudo entrar en la atmósfera como producto derivado de algo distinto: la lluvia radioactiva provocada por la explosión de un arma nuclear. ¿Podría esa capa de iridio terrestre ser una evidencia física de que en otra época nuestro planeta fue arrasado por armas nucleares avanzadas? ¿Fueron esas armas intencionadamente utilizadas para erradicar a los dinosaurios? Algunos investigadores apuntan hacia algún indicio en ese sentido que ha sido encontrado en los huesos de esos seres extintos. La gente no se da cuenta de que la mayoría de los esqueletos de t i r a n o s a u r i o s Rex que se exhiben en los diversos museos del mundo están cubiertos con una pintura muy especial. Hubo que pintarlos así, porque se descubrió que eran altamente radioactivos. Pero si de verdad los dinosaurios fueron víctimas de un ataque nuclear, ¿no debería haber algún indicio sólido? Los teóricos de los astronautas de la antigüedad creen que de hecho esos indicios existen y se encuentran entre las páginas de los antiguos textos hinduistas. Podemos buscar en los antiguos textos de la India, como el Mahabharata, y encontrar relatos muy claros que describen lagartos de diversos tamaños, algunos tan grandes como edificios. Y que fueron exterminados en masa por divinidades encolerizadas. Ahora podemos decir que esto no es más que mitología, o se trató de un suceso de extinción en masa, causado por extraterrestres en la antigüedad. Si examinamos los testimonios dejados en los antiguos escritos sánscritos de la India, veremos descripciones de armas que se asemejan al armamento nuclear moderno. Y también descripciones de aparatos de tecnología avanzada, tales como las naves espaciales. En el Mahabharata y otros textos sagrados indios, podemos leer que se usaron armas de destrucción masiva, que causaban un resplandor más brillante que mil soles. Y luego el silencio se cernía sobre el terreno afectado. Si se utilizaron armas nucleares, la única conclusión lógica es que su origen tuvo que ser extraterrestre. ¿Es posible que nos encontremos ante un caso de exterminio y no de extinción? ¿Es posible que los dinosaurios fueran exterminados por seres extraterrestres, tal como defienden algunos teóricos de los astronautas de la antigüedad? Y si así fue, ¿podrían algunos de ellos haber sobrevivido hasta el día de hoy? Para algunos, la respuesta a esta pregunta es que sí. Y se basan en indicios que pueden encontrarse en criaturas que tenemos justo ante nuestra vista. Solnhofen, en Alemania, 1861. Un equipo de arqueólogos descubre un extraño fósil incrustado en piedra caliza. Por sus características, se trata claramente de un dinosaurio, salvo por una excepción, tiene alas. Se le da el nombre de a r c h a e o p t e r y x es decir, ala antigua. El a r c h a e o p t e r y x es como la Mona Lisa del mundo de los fósiles. Es un animal que vivió hace 150 millones de años. Tenía una larga cola huesuda, grandes garras y dientes. Era un animal pequeño y ciertamente volaba. No tuvimos noticia alguna de que antes del a r c h a e o p t e r y x hubiera plumas, pero desde luego en él se observa que tenía plumas diseñadas para el vuelo. Las plumas pudieron surgir para conservar el calor, para atraer a posibles parejas o quizá para ayudar a moverse más rápido al perseguir a una presa o al ser perseguido. Los indicios parecen claros, dado que las aves y los dinosaurios comparten más de 100 características anatómicas. Existe, por ejemplo, la teoría de que el tiranosaurio rex está emparentado con las gallinas y avestruces actuales. Hoy en día se da por sentado que los dinosaurios no se han extinguido. Ahora convivimos en el planeta con 10.000 especies de aves, y eso significa que hay 10.000 especies vivas de dinosaurios, y muchas aves primitivas se parecen enormemente a los dinosaurios. Son, por así decirlo, sus eslabones perdidos. En la actualidad, muchos paleontólogos consideran al a r c h a e o p t e r y x como el único ancestro de las aves. Pero, ¿cómo es posible que todos los pájaros modernos hayan evolucionado a partir de esta única criatura? Tal como sostienen los partidarios de la teoría de los astronautas de la antigüedad. ¿Y cómo es posible que pudieran evolucionar los pájaros y también ciertos reptiles con genes de dinosaurio? Según la evolución, todos los dinosaurios murieron hace unos 60 millones de años. Para empezar, se especula mucho en cuanto al motivo de esto. Se ha dicho que quizá fue debido al impacto de un meteorito. Pero si esto fuese cierto, ¿por qué solo murieron los dinosaurios? Si hubiese habido semejante impacto de meteorito, Deberían haber muerto todos los animales de la Tierra. Y ese no fue el caso. Así que la cuestión es: ¿por qué solo murieron los dinosaurios? Algunas criaturas con las que estamos familiarizados han sobrevivido durante largo tiempo. Las cucarachas, los cocodrilos, los tiburones, los lagartos. Así pues, es posible que aún existan algunas que no hayamos visto, quizá en las profundidades del océano o en lagos inexplorados. No lo sabemos. En todo el mundo se producen casos de avistamientos de monstruos lacustres. El más famoso es, por supuesto, el del Lagones en Escocia. ¿Se tratará de dinosaurios que sobrevivieron a la devastación que se produjo hace 65 millones de años y encontraron un nicho ecológico en el que subsistir? A los escépticos que creen que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, yo les mencionaría el caso del celacanto. Es un fósil viviente, un pez descubierto en la costa de Madagascar en 1938. Se le creía extinguido hace millones de años y de hecho es anterior a los dinosaurios. Es un gran pez de entre metro y medio y dos metros de largo y con 45 kilos de peso. Es posible que los descendientes evolutivos de los dinosaurios sean producto de una intervención extraterrestre, tal como creen muchos partidarios de la teoría de los astronautas de la antigüedad. Y si así fue, ¿cómo lo hicieron y por qué? Algunos opinan que la respuesta podría encontrarse en los propios huesos de los dinosaurios. En 2005, la paleontóloga Mary Schweitzer publica un revolucionario estudio sobre el hueso fracturado de una pata de un tiranosaurio rex, cuya antigüedad se calcula en casi 70 millones de años. En este hueso, Schweitzer había encontrado restos de vasos sanguíneos y lo que parecen ser células completas. Su descubrimiento contradice lo que la mayoría de la comunidad científica ha creído durante largo tiempo sobre la naturaleza perecedera de los tejidos blandos de los dinosaurios. Creo que la posibilidad de encontrar proteínas o fragmentos de ADN en restos de animales que vivieron hace cientos de millones de años es verdaderamente emocionante, porque abre las puertas a un nuevo mundo, el de la paleogenética. Un mundo en el que podremos estudiar la estructura genética de estos antiquísimos organismos de un modo hasta ahora fuera de nuestro alcance. Hasta ahora, la opinión generalizada ha sido que todo resto de naturaleza blanda se habría osificado. Y no habría subsistido hasta hoy en día. La investigación realizada por Schweitzer aparentemente indica que podría haber muestras de ADN dentro de los fósiles de dinosaurios y que podrían extraerse y ser usados para recrear uno o más dinosaurios, con lo que tendríamos un parque jurásico real. Si los científicos están cerca de encontrar un método viable de extraer ADN de los fósiles de dinosaurios, ¿Sería posible que los extraterrestres hubieran desarrollado esta técnica hace miles o quizá millones de años, tal como sugieren algunos defensores de la teoría de los astronautas de la antigüedad? ¿Podrían haber manipulado el material genético para convertir a los dinosaurios en numerosas especies más pequeñas y manejables? Creo que es posible que el celacanto. Haya sobrevivido gracias a haber sido protegido por extraterrestres que habrían conservado su ADN para luego reintroducir este animal en los océanos del planeta millones de años después de que se extinguiera. Y lo mismo podría decirse de los cocodrilos, las tortugas y todos aquellos animales actuales que sabemos que han sobrevivido desde la era de los dinosaurios. Es muy difícil decir qué habría pasado si los grandes dinosaurios del Mesozoico no se hubieran extinguido. Pero no me cabe duda de que el mundo actual. Tal como lo conocemos, habría sido forjado por la desaparición de los dinosaurios. Quizá fue algo provocado intencionadamente por extraterrestres. Sencillamente porque, si los dinosaurios hubieran sobrevivido, habrían seguido siendo los dueños del planeta Tierra. Y eso no entraba en sus planes. Su propósito era crear algo parecido a ellos, algo parecido al ser humano. Y los dinosaurios no eran de gran ayuda para lograrlo. ¿Pudo la extinción de los dinosaurios haber sido un exterminio premeditado por parte de seres extraterrestres? ¿Podrían algunos dinosaurios haber sobrevivido a aquel suceso, llegar a coexistir con el hombre e incluso seguir existiendo bajo otra forma? Quizá las respuestas a todo esto. Se encuentren enterradas por todo el planeta, porque cuanto más averiguamos sobre los dinosaurios, más cerca estamos de descubrir la verdad sobre la naturaleza extraterrestre de la más extraña criatura que haya poblado nunca la Tierra: nosotros mismos.